Parte 1. Acto 1. Escena 1. Kings Cross. Una a jetreada y llena estación. Un montón de gente tratando de llegar a algún lado. En medio de ello, dos jaulas enormes se tambalean encima de dos carros cargados. Estos son empujados por dos chicos, James Potter y Albus Potter. Su madre, g i n n y los sigue de cerca junto con hombre de 37 años, Harry y su hija Lily en sus hombros. Albus, papá, él lo sigue diciendo. Harry, James, déjalo por favor. James, yo solo estoy diciendo que él podría estar en s l y t h e r i n Y que él puede. Una mirada de advertencia de su padre, bien. Albus, mirando a su mamá, tú vas a escribirme, ¿cierto? g i n n y cada día si es lo que quieres. Albus, no, no todos los días. James dice que solo se reciben cartas una vez al mes. Yo no quiero. Harry. Nosotros le escribimos a tu hermano tres veces a la semana el año pasado. Albus, ¿qué? James. Albus mira acusatoriamente a James. y i n i sí, quizá no deberías creer todo lo que te di g a tu hermano acerca de Hogwarts. Le gusta hacer bromas. James, con una sonrisa, ¿podemos irnos ya? Por favor. Albus mira a su padre y a su madre. y i n i todo lo que tienes que hacer es caminar hacia esa pared entrenando en 9 y 10. Lily. Estoy tan emocionada. Harry, no te pares y no te asustes, eso es importante. Lo mejor que puedes hacer es correr si estás nervioso. Albus, estoy listo. Harry y Lily ponen sus manos en el carro de Albus g i n n y s en el carrito de James juntos, la familia corre rápido hacia la barrera. Acto 1, escena 2. Plataforma 9 y 3 cuartos. La plataforma se encuentra cubierta de humo blanco, a causa del expreso de Hogwarts. Y también está llena de gente. Familias acomodadas alrededor en grupos son los magos que están despidiéndose con trabajo de sus hijos. Albus, esto es. Lily, wow. Albus, la plataforma 9 y 3 cuartos. Lily, están aquí signo de interrogación signo de interrogación abierta no los veo. Quizá no vienen. Harry señala a Ron, Hermione y su hija Rose. Lily corre hacia ellos. Lily, tío Ron. Tío Ron. Ron se vuelve para que Lily salte a sus brazos. Él la agarra y la abraza. Ron, acaso no es mi p o t e r favorita. Lily, y t r a j i s t e mi broma? Ron, ¿acaso p e d i s t e agua s le suizadueces r un certificado de nariz robada? Rose, mamá. Papá está haciendo esa tontería otra vez. Hermión, tú dices tontería, él dice gloria, y odio g algo en medio de estos dos. Ron, vamos, d é j e m e mascar un poco de este. Aire. Y ahora solo haré una cosa importante. Disculpe si huelo un poco a ajo. Él respira en la cara de Lily. Ella se ríe. Lily, huele esa sopa. Ron, ping. Bang. Boing, jovencita prepárate para no v e e r nada. Él le roba la nariz. Tienda de bromas donde trabaja Ron. Lily, ¿dónde está mi nariz? Ron, tada. Su mano está vacía, es una broma tonta. Todos se divierten con su intento. Lily, eres un tonto. Albus. Todos están mirándonos. Ron, es por mí, soy extremadamente famoso. Mis bromas de nariz son legendarias. Hermión, ellos ciertamente están mirándonos. Harry, entonces, ¿se estacionaron bien? Ron, sí lo hice, Hermión no podía creer que había pasado el examen mugle de manejo, ¿puedes creerlo? Pensó que había usado Confundus con el examinador. Hermión, yo no pensé nada por el estilo, siempre tuve total fe n ti. Rose. Y yo tengo la completa confianza que uso un confundus con el examinador. Ron, hoy. Albus, papá. Albus tira del abrigo de Harry. Harry mira abajo. Albus, ¿qué pensarías si. Si fuera. Si quedara en s l y t h e r i n Harry, ¿qué estaría mal con eso? Albus, s l y t h e r i n es la casa de la serpiente, de la magia oscura. No es la casa de los valientes. Harry, Albus Severus, tienen el nombre de dos directores de Hogwarts. Uno de ellos fue s l y t h e r i n y probablemente es el hombre más valiente que he conocido. Albus, pero si. Harry, si realmente te importa, el sombrero seleccionador toma en cuenta tu opinión. Albus, ¿en serio? Harry, lo hizo conmigo. Eso es algo que nunca había dicho antes, resuena en su cabeza en ese momento. Harry, Hogwarts hará algo por ti, Albus. Te lo prometo, no hay nada que t e m e r a ir. James, sin contar a los Testrals. Cuídate de los testrals. Albus, pensé que eran invisibles. Harry, escucha a tus profesores, no escuches a James, y recuerda divertirte. Ahora, si no quieres que ese tren se vaya sin ti, deberías apurarte. Lily, yo iré persiguiendo ese tren. y i n n y Lily, tú te quedas acá. Hermión, Rose, recuerda darle nuestro amor a Neville. Rose, mamá, no puedo darle amor a un profesor. Rose se sube al tren. Albus se vuelve ahora Harry y g i n n y una última vez antes de subirse. Albus, ok, bueno. Adiós. Él está a bordo. Hermión, j e a n n y Ron y Harry observan el tren, que está empezando a moverse. g i n n y e ellos estarán bien, ¿cierto? Hermión, Hogwarts es un lugar grande. Ron, grande. Maravilloso. Lleno de comida. Daría lo que fuera por volver. Harry. Es extraño, Al estaba preocupado por ser seleccionado en s l y t h e r i n Hermión, eso no es nada, Rose estaba preocupada si rompía el récord de Quidditch en su primero o segundo año. ¿Y cómo podía prepararse para sus TIMOS? Ron, no tengo idea de dónde saco esa ambición. g i n n y y cómo te sentirías, Harry, si Al fuera seleccionado en s l y t h e r i n Ron, tú sabes, g i n nosotros pensamos que tú ibas a ser seleccionada en Slittering. i n i ¿qué? Hermión, ¿podemos irnos? La gente está mirándonos, ¿saben? g i n n y, la gente siempre mira donde quiera que estén ustedes tres. Y aparte la gente te mira. Los cuatro salen. g i n n y para a Harry. g i n n y, Harry. Él estará bien, ¿no crees? Harry, claro que estará bien. Acto 1, escena 3. El expreso de h o g w a r t s Albus y Rose caminan por el corredor del tren. La señora del carrito de dulces aparece. La señora de los dulces, ¿quieren algo del carrito, queridos? Pastel de calabaza signo de interrogación signo de interrogación abierta rana de chocolate. Rose, recordando que Albus ama las ranas de chocolate, Al, necesitamos concentrarnos. Albus, ¿concentrarnos en qué? Rose, ¿en quién vamos a elegir como nuestro amigo? Mi mamá y mi papá conocieron a tu papá en su primer viaje a Hogwarts, ya sabes. Albus, entonces necesitamos escoger ahora. ¿Quién va a ser nuestro amigo de por vida? Eso es un poco escalofriante. Rose, por el contrario, es emocionante. Yo soy r e i n i e r Wesley, a tú eres un poter, t todo mundo va a querer ser nuestro amigo, nosotros podemos escoger a quien queramos. Albus, ¿y cómo decidimos? Escogemos un compartimiento y luego. Rose, bebemos todos y al final tomamos la decisión. Albus abre una puerta y ve a un solitario chico rubio Scorpio sentado en el compartimiento. Albus sonríe y Scorpius le regresa la sonrisa. Albus, hola, este compartimiento está. Scorpius, está libre, solo estoy yo. Albus, genial, entonces podemos entrar y quedarnos aquí, si te parece. Scorpius, está bien por mí, hola. Albus, Albus, Al. Yo mi nombre es Albus. Scorpius, hola Scorpius. O sea, yo Scorpius. t ú Albus. Yo soy Scorpius. Y tú debes ser. La cara de Rose se vuelve gélida en un minuto. Rose, Rose. Scorpius, hola, Rose.signo de interrogación abierta. ¿Te gustaría un poco de c i z z i u i ves? Una clase de dulce. Rose, acabo de desayunar, gracias. Scorpius, también tengo soco a choc tipo de chocolate similar a las ranas de chocolate, pepperips y unos gusanos de goma. Idea de mi mamá, ella dice, imitando, los dulces. Siempre te ayudarán a hacer amigos, se da cuenta que imitar fue un error, una idea estúpida, probablemente. Albus, yo tomaré algunos. Mi mamá no me deja comer dulces, ¿cuál es bueno para empezar? r o s e golpea a Albus a haciendo señas hacia Scorpius. Scorpius, fácil. Yo siempre digo que las Pepperips son las reinas de los dulces, son sabor menta dulce y hacen que te salga humo de tus orejas. Albus, genial, esas serán las que tomaré, r o s e lo golpea otra vez. Rose, podrías dejar de pegarme. Rose, no estoy pegándote. Albus, si ¿sí、estás p e g á n d o m e y duele. La cara de Scorpius se descompone. Scorpius, ella está pegándote por mí. Albus, ¿qué? Scorpius, miren, yo sé quiénes son, así que es probable que sepan quién soy yo. Albus, ¿qué quieres decir con sabes quién soy? Scorpius, tú eres Albus Potter. Ella Rose Greyneg Wesley. a Y yo soy Scorpius Malfoy. Mis padres son Astoria y Draco Malfoy. Nuestros padres no se llevan. Rose, eso es decirlo a la ligera. Tu mamá y papá eran mortífagos. Scorpius enfrentándola. Mi padre lo fue, pero mi mamá no. Rose aparta la mirada, y Scorpius sabe por qué. Scorpius, yo sé que el rumor corre, pero es mentira. Albus mira a una Rose incómoda y a un desesperado Scorpius. Albus, ¿cuál es el rumor? Scorpius. El rumor es que mis padres no pudieron tener hijos. Entonces mi padre y mi abuelo, desesperados por un heredero, y para prevenir el fin del linaje malfoy, ellos. Ellos usaron un giratiempo para mandar mi madre al pasado. Albus, ¿para enviarla a dónde? Rose, el rumor es que él es el hijo de Voldemort, Albus. Un horrible e incómodo silencio. Albus, probablemente es basura. Es decir, mírate, tú tienes nariz. La tensión es rota y Scorpius empieza a reír agradecido. Scorpius, y soy igual a mi padre, tengo su nariz, sus cabellos, y su nombre. No es que sea la gran cosa. Me refiero a que cuestiones padre e hijo, las tengo. Pero, a donde vaya nunca seré un malfoy, siempre seré el hijo del señor tenebroso. Scorpius y Albus se miran y entre ellos pasa algo. Rose, sí, bueno probablemente deberíamos sentarnos en otro lado. Vamos, Albus. Albus piensa profundamente. Albus, no, no mira a Rose, estoy bien, si quieres tú vete. Rose, Albus. No voy a quedarme. Albus, y no esperaba que lo hicieras. Pero, yo me quedo aquí. Rose o m i r a un segundo y abandona el compartimiento. Rose, bien. Scorpius y Albus se quedan solos y se miran entre ellos un poco inseguros. Scorpius, gracias. Albus, no, no. No me quede por ti, me quede por tus dulces. Scorpius, ella es bastante feroz. Albus, sí, lo siento. Scorpius, no, me agrada de hecho. Prefiere Albus o Al? Scorpius abre la boca y se mete dos dulces. Albus, pensando, Albus. Scorpius con u m o saliéndole de las orejas, gracias por quedarte por mis dulces, Albus. Albus riendo, wow. Acto 1, escena 4. Escena de transición. Y ahora entramos a un mundo donde el tiempo no pasa, y esta escena es toda acerca de la magia. Los cambios son rápidos y damos saltos entre mundos. No hay escenas individuales, pero los fragmentos se muestran constantemente. Primero estamos adentro de Hogwarts, luego en el gran salón y todo mundo está bailando alrededor de Albus. Polly Chapman, Albus Potter. Cal Jenkins, un Potter, en nuestro año. Jan Fredericks, él tiene su cabello. Él tiene el cabello justo como él. Rose, y él es mi primo. Todos se voltean, Roger y Nick Wesley. Mucho gusto. El sombrero seleccionador pasa alrededor de los estudiantes, para ver a quién seleccionará primero. Al parecer escoge a Rose, quien se tensa a la espera de su destino. Sombrero seleccionador. He hecho esto por siglos. Con cada estudiante. Varios intentaron suplirme. Pero yo soy el sombrero seleccionador. Yo sorteo alto, yo sorteo bajo. He hecho este trabajo contra viento y marea. Así que pum en e ti y veremos. ¿En qué casa deberías estar? Sombrero seleccionador, Rogue Reigner Weasley se pone el sombrero en la cabeza de Rose. Sombrero seleccionador, Gryffindor. Hay un estruendo por parte de los Gryffindor cuando Rose se les une. Rose, gracias, d a m e l d o r Scorpius, ocupa ahora el lugar de Rogue debajo del sombrero seleccionador. Sombrero seleccionador, Scorpius Malfoy. Slittering. Scorpius lo esperaba, asiente y sonríe. Hay alegría de parte de los slittering cuando se les une. Polly Chapman, bueno, eso tiene sentido. Albus camina encorvado y se pone debajo del sombrero. Sombrero seleccionador, Albus Potter. El sombrero tarda en tomar una decisión casi como si estuviera confuso. Sombrero seleccionador, slittering. Hay un silencio. Un perfecto y profundo silencio. h o l l y c h a p m a n g l i t t e r i n c r a i g w a l k e r Jr., ua, un potter en g l i t t e r i n Albus mira alrededor, inseguro. Scorpius sonríe y se acerca a él. Scorpius, te puedes sentar a mi lado. Albus todavía conmocionado, sí, claro. Jan Fredericks, supongo que su cabello no es tan similar. Rose, Albus. Esto está mal, Albus. Esto no es como se supone que debería. Y de pronto estamos en una lección de vuelo con Madame Osh. Madame Och, bueno, ¿qué están esperando? Todos tomen su escoba. Vamos, rápido. Los chicos se posicionan al lado de sus escobas. Madame Och, coloquen la mano, encima de su escoba y digan arriba. Todos, arriba. Rose y Jan, ¿consiguen que sus escobas se alcen? Rose y Jan, sí. Madame Och, vamos, ahora no tenemos tiempo para atrasos, vamos digan arriba. Díganlo con fuerza. Todos a excepción de Rose y Jan, arriba. Las escobas se levantan, incluyendo la de Scorpius. Solo la de Albus queda en el piso. Albus, arriba. Arriba. Arriba. Su escoba no se mueve, ni un centímetro. Él empieza a desesperarse. Empieza a reírse la clase. Polly Chapman, oh, por Merlin, qué humillante. Él realmente no es como su padre, ¿no? Gal Jenkins, Albus Potter, Elskir Littering. Madame o t c h Ok, chicos. Es hora de volar. Y de repente Harry aparece de ningún lado, al lado de Albus y el escenario se expande. Estamos de vuelta en la plataforma 9 y 3 cuartos y el tiempo avanza sin piedad. Albus es ahora un año más grande, igual que Harry pero menos notable. Albus, te lo estoy pidiendo papá, aléjate un poco de mí. Harry, divertido, segundo año y no te gusta que te vean con tus papás, ¿es eso? Un círculo de magos empieza a hacer un círculo alrededor de ellos. Albus, no. No es eso, es que tú eres tú y yo soy yo y Harry, son solo personas mirando, está bien. La gente mira, y está mirándome a mí, no a ti. Y los magos a su alrededor hacen una seña Harry, este les responde. Albus, miran a Harry Potter y su decepcionante hijo. Harry, ¿qué quieres decir? Albus, Harry Potter y su hijo que es de s l i t h e r i n g James pasa rápido a su lado, llevando una maleta. James, Litterin, Litterin, para de una vez con tu trauma, es tiempo de irnos. Harry, innecesario, James. James, y a lejos, te veo en Navidad, papá. Harry mira a Albus. Harry, Al. Albus, mi nombre es Albus, no Al. Harry, ¿hay otros niños tratándote mal? Quizás si intentaras conseguir más amigos. s i Hermione y Ron, y no hubiera sobrevivido a Hogwarts, no hubiera sobrevivido para nada. Albus, pero yo no necesito a r o n y Hermione. Yo tengo un amigo, Scorpius, y ya sé que no te agrada pero él es todo lo que necesito. Harry, mira, si eres feliz, es todo lo que me importa. Albus, no necesitabas traerme a la estación, papá. Albus agarra sus cosas y se aleja rápidamente. Harry, pero yo quiero estar aquí. Pero Albus se ha ido. Draco Malfoy, con su perfecto abrigo, y su rubia coleta. Emerge de la multitud y se pone al lado de Harry. Draco, necesito un favor. Harry, Draco. Draco, esos rumores, acerca de mi hijo, no van a ningún lado. Los otros alumnos de Hogwarts molestan a Scorpius y sí、si、solo. Si solo el ministro pudiera hacer un estatuto donde reafirme que todos los giratiempos fueron destruidos en la batalla del departamento de misterios. Harry, Draco, solo deja que hablen, pronto se les olvidará. Draco. Mi hijo está sufriendo y a s t o r i a no ha estado bien últimamente, así que él necesita todo el apoyo que pueda. Harry, si das explicaciones, tú confirmas lo que dicen. Siempre habrá rumores acerca del que Voldemort tuvo un hijo, Scorpius no es el primer niño que es señalado por ello. El ministerio por su bien y por el nuestro debe mantenerse alejado de todo esto. Draco se da la vuelta, lo molestó. En el escenario se ve a Rose y Albus listos con sus cosas. Albus, tan pronto como el tren deje la estación, Ya no tienes que hablarme. Rose, lo sé, solo necesitamos aparentar frente a los adultos. Scorpius corre hacia ellos, con cara de esperanza y una gran maleta. Scorpius esperanzado, hola, Rose. 17. Rose decidida, adiós, albus. Scorpius aún esperanzado, ella se está ablandando. Y pronto nos encontramos en el gran salón y la profesora McGonagall se encuentre de pie, frente a todos con una gran sonrisa en la cara. Profesora McGonagall, hoy vengo a anunciar a los nuevos miembros del equipo de Quidditch de Gryffindor nuestra, no puede ser imparcial, nuestra nueva supercazadora Roger a n Nick Wesley. El salón está ya en ovaciones, Scorpius aplaude uniéndose al festejo. Albus, ¿le estás aplaudiendo? Nosotros odiamos el Quidditch y ella juega para otra casa. Scorpius, ella es tu prima, Albus. Albus, ¿crees que ella aplaudiría por mí? Scorpius, yo creo que ella es brillante. Los estudiantes rodean a Albus a en clase de pociones. Polly Chapman, Albus Potter, una irrelevancia. Incluso la gente de los retratos se da la vuelta cuando él sube las escaleras. Albus se encorva sobre su poción. Albus, y ahora añadimos, un cuerno de bicornio. Kal Jenkins, hay que dejarlo a él y al hijo de Voldemort solos. Albus, con un poco de sangre de salamandra. La poción explota sonoramente. Scorpius, ok. ¿Cuál es el ingrediente explosivo? ¿Qué tenemos que cambiar? Albus, todo. Y con eso el tiempo se vuelve más rápido. Los ojos de Albus ahora se vuelven más oscuros, su cara se vuelve pálida. Se vuelve atractivo, pero él no lo admite. Y estamos de vuelta en la plataforma 9 y 3-4 con su papá quien trata de persuadir a su hijo, y a sí mismo, que todo está bien. Ambos tienen un año más. Harry, tercer año. Gran año. Aquí tienes tu permiso para ir a ¡Oh, Oxmeade. Albus, odio、oh, Oxmeade. Harry, ¿cómo puedes odiar un lugar que nunca has visitado? Albus, quizá porque estará lleno de alumnos de Hogwarts. Albus hace rollo el papel. Harry, vamos, dale una oportunidad. Esta es una ocasión para que vayas a O'Neiduke sin que tu mamá se entere. No, Albus no te atrevas a hacer eso. Albus sacando su varita, incendió la bola de papel se prende en llamas s cae al piso. Harry. De todas las cosas estúpidas. Albus, lo irónico es que no creí que funcionara. Soy terrible con los hechizos. Harry, al punto punto punto Albus, he estado recibiendo lechuzas de la profesora McGonagall, ella dice que te aíslas, que no cooperas en clase, que eres mal educado, o q u e Albus, ¿y qué quieres que haga? Que mágicamente me vuelva popular. Conjurarme en una nueva casa? Que me transforme en un mejor estudiante. Solo dame ese hechizo. Papá y yo me convertiré en lo que tú quieras, ok. Lo mejor para los dos es que te vayas a trabajar, yo me voy, tengo un amigo que encontrar. Albus corre hacia Scorpius, quien está sentado encima de su maleta, indiferente del mundo. Albus encantado, Scorpius, preocupado, Scorpius, ¿estás bien? Scorpius no dice nada. Albus intenta leer los ojos de su amigo. Albus, ¿tu mamá? á e m p e o r ó Scorpius, e m p e o r ó tanto como se puede. Albus se sienta a un lado de Scorpius. Albus, pensé que enviarías una lechuza. Scorpius, no sabía qué decir. Albus, y ahora yo no sé qué decir. Scorpius, no digas nada. Albus, ¿hay algo que pueda hacer? Scorpius, ven al funeral. Albus, por supuesto. Scorpius, e s mi mejor amigo. De pronto vemos el sombrero seleccionador, en el centro del escenario y estamos en el gran salón. Sombrero seleccionador. ¿Tienes miedo de lo que e s c u c h a r á s ¿Miedo de que diga un nombre que no te guste? No s l y t h e r i n No Gryffindor. No Uflepuff. No r a v e n c l a w No te preocupes chico, yo sé mi trabajo, vas a aprender a rirte. Sombrero seleccionador, Lily Potter, Gryffindor. Lily, sí. Albus, genial. Scorpius, ¿realmente creíste que ella vendría con nosotros? Los Potter no pertenecen a s l i t t e r i n Albus, esto lo hace. Albus trata de ocultarse entre las paredes, mientras los demás se ríen. Albus, yo no elegí, ¿lo saben? Yo no elegí s e su hijo. Acto 1, e s c e n a 5. Ministerio de Magia, Oficina de Harry. Hermión se encuentra sentada frente a una pila de papeles en la desordenada oficina de Harry. Ella trata de ordenar un poco. Harry entra de repente. Tiene un rasguño en la mejilla. Hermión, ¿cómo te fue? Harry, era verdad. Hermión, Teodore h Noth. Harry, en custodia. Hermión, ¿y el giratiempo estaba con él? Harry revela el giratiempo. Brilla mientras cuelga de su mano. Hermión, ¿es genuino signo de interrogación? ¿Signo de interrogación abierta funciona? ¿No es solo una hora la que regresa? Harry, no puedo decirte todavía. Quería intentarlo por ahí, pero creí que era mejor esperar. Hermión, bueno, ahora lo tenemos. Harry, ¿y estás segura de guardarlo? Hermión, no creo que tengamos opción. Míralo, luce diferente al gira tiempo que tuve. Harry, al parecer la mecánica mágica ha avanzado mucho desde que éramos niños. Hermión, está sangrando. Harry mira su rostro en el espejo. Se frota el rostro con su túnica. Harry, no te preocupes, irá con la cicatriz. Harry, con una sonrisa, a todo esto, ¿qué haces en mi oficina? Hermión, Estaba ansiosa por escuchar acerca de Tedore no te creí que también podía ver si cumpliste tu promesa de poner en orden tu papelería. Harry, ja, bueno no soy mucho de eso. Hermión, no, no lo eres. Harry, ¿cómo puedes trabajar entre tanto caos? Harry saca su varita, los papeles y libros se acomodan en pilas. Harry, no más caos. Hermión, sabes, aquí hay muchas cosas interesantes. Troy e s de la montaña yendo a Hungría. Hay gigantes con tatuajes alados en sus espaldas caminando hacia los mares griegos y los hombre lobos han escondido totalmente bajo tierra. Harry, genial, vayamos por ellos. Seamos equipo de nuevo. Hermión, Harry, lo entiendo. Pero, ya sabes papeleo aburrido. Harry, no p a r a t i Hermión, estoy demasiado ocupada con mis cosas. La gente y las bestias que eran del bando de Voldemort en las guerras mágicas. Eran aliados de la oscuridad. Esto combinado con lo de Theodore n o t Debe significar algo, pero si el jefe de seguridad mágica no lee sus informes. Harry, no necesito leerlos, he estado afuera y he escuchado acerca de ello. Theodore n o t fui yo quien escuchó los rumores acerca del giratiempo y actué en consecuencia. Realmente no puedes decirme qué necesito hacer. Hermión mira a Harry. Harry, esto es complicado. Hermión, ¿quieres un dulce? No le digas a Ron. Harry. Estás cambiando de tema. Hermión, ciertamente lo hago, caramelo. Harry, no puedo. Estamos en d i e t a de azúcar. Golpe, sabes que puedes hacerte adicta a esas cosas. Hermión, ¿qué te puedo decir? Mis padres eran dentistas, tenía que ser rebelde en algún punto. Quizás es un poco tarde, pero. Hiciste un trabajo brillante. Solo no lo digas afuera, necesitas mirar tu papelería de vez en cuando, eso es todo. Considera esto un gesto empujando del ministro de magia. Harry entiende la implicación de esto y asiente con la cabeza. Hermión, ¿cómo está g i n n y y Albus? Harry, parece que soy tan buen padre como organizando mi papelería. ¿Y cómo están Hugo y Rose? Hermión, con una sonrisa, ¿sabes? Ron piensa que veo más a mi secretaria Ethel, bajando la voz, que a él. Hay un punto donde hay que tomar decisiones, padre del año o funcionario del ministerio del año? Vete. Ve con tu familia, Harry. El expreso de Hogwarts sale para otro año, así que disfruta el tiempo que queda con tu familia y cuando vuelvas con la cabeza despejada, vienes y lees todo este papeleo. Harry, ¿realmente piensas que puede significar algo? Hermión, con una sonrisa, puede ser, pero si pasa encontraremos la manera de pelear, Harry. Siempre lo hacemos. Ella sonríe una vez más y juega con el caramelo en su boca, y deja la oficina. Harry se queda solo. Agarra su maletín y camina fuera de su oficina, con el peso del mundo sobre sus hombros. Él camina, cansado hacia la cabina telefónica, marca 62.442. Cabina telefónica, hasta luego, Harry Potter. La cabina asciende fuera del Ministerio de Magia. Acto 1, Escena 6. Harry y g i n n y e en la casa de los Potter. Albus no puede dormir. Él está sentado en lo alto de las escaleras. Escucho las voces que vienen de abajo. Si escucha la voz de Harry y la de un hombre viejo, es Amos d i g o r y Harry, Amos, entiendo, de verdad lo hago, pero estoy en mi casa y. Amos, he intentado hablar en el ministerio. Y ellos dicen, ah, señor d i g o r y le daremos una cita para dentro de dos meses y espere pacientemente. Harry, y vienes a mi casa a mitad de la noche, cuando mis hijos se están preparando para un nuevo año escolar, no está bien. Amos, dos meses pasaron y recibí una lechuza, señor d i g o r y Lo sentimos mucho, pero el señor Potter ha tenido una llamada urgente de negocios, tenemos que arreglar ciertos asuntos al respecto, así veámonos dentro de dos meses y se repite la historia, una y otra vez. Usted se está burlando de mí. Harry, yo no me estoy burlando, es s o l o que. Me temo que como jefe del departamento de seguridad mágica, es mi responsabilidad. a m o s hay muchas cosas de las que usted es responsable. Harry, perdón. a m o s mi hijo, Cedric. Lo recuerdas, a Cedric, ¿no? Harry, recordar a Cedric le duele, sí, recuerdo a su hijo. Su perdida. a m o s Voldemort te quería a ti, no a mi hijo. Tú me lo dijiste, me dijiste que sus palabras fueron matar el estorbo, el estorbo. Mi hijo, mi precioso. Muchacho, un estorbo. Harry, señor d i g g o r y como usted sabe yo estoy a favor de realizar un homenaje en memoria de Cedric. a m o s un homenaje? No estoy interesado en un homenaje, no más. Soy un hombre viejo y estoy muriendo, y esto aquí para preguntar, para rogar que me ayudes a traerlo de vuelta. Harry lo mira a t o n i t o Harry, ¿traerlo de vuelta? a m o s eso no es posible. a m o s el ministerio tiene un g i r a tiempo, ¿no? Harry, todos los g i r a tiempos fueron destruidos. a m o s la razón por qué estoy aquí con tanta urgencia, es porque escucha el rumor, un fuerte rumor que el ministerio, Confisco un giratiempo a Theodore Not, para investigación. Déjame usar ese giratiempo, déjame traer a mi hijo de vuelta. Pasa un momento, un silencio de muerte. Harry se encuentra en una dificultad. Nosotros vemos cómo Albus se mueve lentamente para escuchar con atención. Harry, amos, ¿estás jugando conmigo? Sabes que no podemos hacer eso. Amos, mucha gente murió por el niño que sobrevivió. Yo te pido que salves a uno de ellos. Esto lastima a Harry. Él piensa, su cara se endurece. Harry, lo que saque e escucharas acerca de Theodore Not, es mentira. Lo siento, amos. d e l f h i hola. Albus salta lejos de d e l f h i unos veintitantos, una mujer determinada se ve que lo observa arriba de las escaleras. d e l f h i oh, lo siento, no quise asustarte. Pero suelo sentarme en la cima de las escaleras para escuchar. Ven, siéntate aquí. Estoy esperando que alguien diga algo interesante. Albus. ¿Quién eres? Porque esta es mi casa y. d e l f h i soy una ladrona, por supuesto. Voy a robarte todo lo que tengas. Dame tu oro, tu varita y tus ranas de chocolate, ella se ve temible y después sonríe, fuera de eso, soy d e l f i Nidigori, desciende de las escaleras y le da la mano, d e l f h i Lo estoy cuidando a él señala a amos bueno, lo intento. ¿Y tú eres? Albus, sonríe triste, Albus. d e l f h i por supuesto Albus Potter. Entonces, arríes tu papá? Que genial ha de ser, ¿no? Albus, no realmente. d e l f i ja, toque una fibra sensible, ¿no? Siempre me decían eso en la escuela. d e l f i n y Digori, es un hoyo del que no puede salir. Es un juego de palabra en inglés por Dig, Cavar y Digori. Albus, también hacen juegos de palabras con mi nombre. Pausa. Ella lo mira con cuidado. a m o s d e l f i Ella se mueve pero vacila. Le sonríe a Albus. d e l f h i nosotros no elegimos a nuestra familia. Amos. No es solo mi paciente, es mi tío, es parte de la razón por la que trabajo en Upper f l o g l e y asilo, pero, es difícil tener que vivir con gente que está estancada en el pasado, ¿no? Amos, d e l f h i Albus, Upper f l o g l e y d e l f h i la casa de St. Oswald para magos y brujas mayores. Deberías venir a visitarnos un día, claro si quieres. Amos. d e l f h i Ella sonríe y empieza a bajar las escaleras, entra al cuarto con Amos y Harry. Albus la observa. d e l f h i ¿me llamabas, tío? Amos, ven a conocer al gran Harry Potter, el nuevo hombre frío de ministerio. Lo dejamos en paz, señor. Si paz es la palabra correcta para esto. Delphi, m i s l a d e l f h i sí, tío. Amos sale del cuarto. Harry se queda, se ve atormentado. Albus observa y piensa con detenimiento. Acto 1, escena 7. Harry y g i n n y en la casa de los Potter, el cuarto de. Albus. Albus, está sentado en su cama como si el mundo afuera de su cuarto no existiera, pero el ruido de afuera se escucha. Escuchamos un rugido por parte de James, fuera de escena. g i n n y James, por favor ignora tu cabello, y arregla de una vez tu cuarto. James, ¿cómo puede ignorarlo? Es rosa. Tendré que usar la capa de invisibilidad. James aparece en la puerta, y tiene el cabello rosa. g i n n y tu padre no te dio la capa para que la uses para eso. l i l y a l g u i e n ha visto mi libro de pociones? g i n n y l i l y Potter, ni lo pienses. No vas a llevar eso puesto a la escuela. l i l y aparece en la puerta de Albus, ella está usando alas de hada que revolotean. l i l y las amo. Revolotean. Ella sale y Harry aparece en el p u e r t a de Albus. Él lo mira con cuidado. Harry, hola. Hay una incómoda pausa entre ellos. g i n n y aparece atrás y ve lo que pasa, se queda un momento. Harry, estoy repartiendo regalos pre-Howards. Ron envió esto. Albus, ok. Una poción de amor. Bien. Harry, él pensó que sería una broma, no sé por qué. Lily consiguió unos pedos de momo, j a m e s un peine que vuelve el cabello rosa. Ron. Bueno, Ron es Ron, ¿sabes? Harry pone la poción de amor en la cama de Albus. Harry, y esto, es de mi parte. Él revela una pequeña manta. g i n n y observa, entiende lo que Harry intenta hacer y con cuidado se aleja para dejarlos solos. Albus, una manta vieja? Harry, pensé un montón acerca de q u e darles este año. James, bueno James reclamo la capa de invisibilidad desde hace tiempo, y Lily, sé que amo lo que tenga alas, pero tú. Tú tienes 14 años ahora, Albus, y quería darte algo con significado. Esto es. La última cosa que tuve de mi madre. La única cosa. Había pensado que los Dusleys la habían tirado, y que la había perdido para siempre. Y entonces, cuando tu tía p e t u n i a murió, sorpresivamente estaba escondida entre sus cosas. Dusle la encontró y me la envió. Desde entonces, cada vez que quiero un poco de suerte, la sostengo un poco. Pensé que quizá. Albus, ¿quieres que la sostenga también? Bien, hecho. Esperemos que me traiga suerte, honestamente necesito un poco. Él toca la manta. Albus, pero, será mejor que la guardes. Harry, yo pienso creo que Petunia quería que la tuviera, y por eso la guardo. Y ahora yo quiero que tú la tengas. Yo no conocí a a mi madre, pero pienso que a ella le agradaría que la tuvieras y quizá, si tú quieres, en la víspera de a Iowen, la noche en la que ellos murieron, creo que sería bueno para los dos. Albus, ok, escucha. Tengo mucho que empacar, ¿sabes? Y tú, tienes un montón de trabajo del ministerio, así que. Harry, Albus quiero que tengas la manta. Albus, ¿y q u e haga con ella qué? A las de hada tienen sentido, papá, capa de invisibilidad también tiene sentido, pero esto, ¿en serio? Harry claramente con el corazón roto, mira a su hijo desesperado por encontrar una conexión. Harry, ¿quieres que te ayude con tu equipaje? Yo amaba empacar. Me refiero, que dejar Privet r i v e y regresar a Hogwarts será. Bueno, sé que no te agrada mucho pero. Albus, para ti. Puede que sea el mejor lugar del planeta, lo sé. El pobre huérfano, maltratado por su tío y tía Dudley. Harry, Albus, por favor, podemos solo. Albus, punto punto punto traumatizado por su primo, Dudley, salvado por Hogwarts. Ya sé todo eso, papá. b l a bla bla. Harry, no voy a soportar tu insolencia, Albus Potter. Albus, el pobre huérfano que tenía que salvar a todos. Puedo decir por todos los magos y brujas cuán agradecidos están por tu heroísmo. ¿Es ahora cuando tengo que inclinarme o es una reverencia? Harry, Albus, por favor. Sabes que yo nunca quise gratitud. Albus, pero ahora mismo, estoy rebosando en ella, con este regalo, esta moosa manta que me diste. Harry, moosa manta. Albus, ¿qué creíste que pasaría? Que te abrazaría, te diría cuánto te quiero. ¿Qué? Harry. Finalmente pierde la calma, ¿sabes qué? Termino con este sentimiento de ser responsable de tu infelicidad, porque no lo soy. Al menos tú tienes un padre, ¿está bien? Albus, ¿y piensas que eso es bueno? Yo no. Harry, ¿me preferirías muerto? Albus, no. Solo desearía que no fueras mi padre. Harry, poniéndose rojo, bueno, yo a veces desearía que no fueras mi hijo. Hay un silencio. Albus asiente. Pausa. Harry se da cuenta de lo que dijo. Harry, no, yo no quise decir. Albus, sí, s、sí、i quisiste. Harry, Albus, sabes que cuando me enojo. Albus, lo dijiste, papá, y honestamente, no te culpo. Una terrible pausa. Albus, tú deberías dejarme solo ahora. Harry, Albus, por favor. Albus agarra la manta y la avienta. Esta golpea la poción de amor que le regaló Ron, y la poción se derrama en la manta y cama, produciendo una pequeña nube de humo. Albus, no suerte o amor para mí, entonces. Albus sale corriendo de su cuarto. Harry intenta ir tras él. Harry, Albus. Albus. Por favor. Acto 1, escena 8. Sueño, cabaña de la roca. Hay un fuerte boom, también un gran crack d o l e y d o s l e y tía Petunia y tío Vernon están cubiertos en la cama. Dule Dusley, mamá, no me gusta esto. Tía p e t u n i a sabía que cometíamos un error viniendo aquí. Vernon, Vernon, no hay ningún lugar donde podamos escondernos. Ni siquiera un faro es lo suficientemente lejos. Hay otro fuerte boom. Tío Vernon, tranquilos, tranquilos, sea lo que sea, no está viniendo hacia aquí. Tía p e t u n i a estamos malditos. Él nos ha maldecido. El chico nos ha maldecido. Mirando al joven Harry. Es todo tu culpa, vuelve a tu agujero. El joven Harry ve como su tío Vernon s a c a e l rifle. Tío Vernon, quien quiera que está ahí debo advertirle estoy armado. Hay un tremendo golpe, y la puerta cae de sus bisagras. Agri se encuentra en mitad de la puerta y los mira a todos. Agri, ¿podríais hacerme una taza de té? No ha sido un viaje fácil. d u s l e y d u s l e y mi. Miradle. Tío Vernon, mantenta atrás. Mantenta atrás, Petuña. Detrás de mí, Dufley. Pronto echaré a este e Scarramanjer fuera, es una marca de motos gigante. Agri, Scarra. ¿Qué? Coge la pistola del tío Vernon. No había visto una de estas en mucho tiempo. Retuece el extremo de la pistola y hace un nudo con él. Oh, por Dios. Se distrae viendo al joven Harry Potter. Guión Harry Potter. Joven Harry, hola. Agri, la última vez que te vi, tú. Tú eras solo un bebé. Eres igual que tu padre, pero tienes los ojos de tu madre. Joven Harry, ¿conociste a mis padres? Agri, ¿dónde están mis modales? ¡Feliz cumpleaños! Tengo algo para ti, he tenido que venir sentado sobre él, pero sabrá igual de bien. De dentro de su abrigo saca un jugoso pastel de chocolate con la frase ¡Feliz cumpleaños, Harry! Escrito en él en letras verdes. Joven Harry, ¿quién eres tú? Agri, riendo, ¿cierto? No me he presentado. Rubeus a g e a d guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts, mira a su alrededor, ¿qué pasa entonces con el T? é No diré que no ha algo más fuerte en su lugar si tenéis. Joven Harry, y o h d ó n d e Agri, Hogwarts, ya lo sabrás todo sobre Hogwarts por supuesto. Joven Harry, Em, no. Lo siento. Agri, lo siento. Son ellos los que deberían sentirlo, sabía que no estabas recibiendo tus cartas. Pero nunca pensé que ni siquiera sabrías sobre Hogwarts. Por el amor de Dios, nunca te preguntaste dónde lo aprendieron todos tus padres. Joven Harry, aprender, ¿qué? Agri se voltea amenazadoramente hacia tío Vernon. Agri, me estás diciendo que este chico este chico no sabe nada acerca de, acerca de guión nada. Tío Vernon, te prohíbo que le cuentes nada más al chico. Joven Harry, contarme el qué? Agri mira al tío Vernon y después al joven Harry. Agri, Harry tú eres un mago, y por si eso no lo cambia todo eres el mago más famoso en el mundo. Y entonces desde detrás del cuarto susurrando alrededor de todo el mundo unas palabras dichas con una voz inconfundible. La voz de Voldemort. Harry Potter. Acto 1, escena 9. Habitación de Harry y g i n g y Potter. Harry se levanta de repente respirando en la noche. Espera un momento calmándose a sí mismo. Después siente un intenso dolor, en su frente. En su cicatriz, alrededor de él se mueve la magia oscura. y e n n y guión Harry. Harry, está bien vuelve a dormir. y e n n y lumos la habitación se llena de la luz de su varita, Harry la mira, ¿una pesadilla? Harry, sí. y e n n y a c e r c a de qué? Harry, los dos leywen empezó ahí y luego se convirtió en algo más punto pausa y eni n y mira intentando descubrir lo que pasa. y e n n y signo de interrogación abierta ¿quieres una poción para dormir? Harry, no, estaré bien, vuelve a dormir. g i n n y no pareces estar bien. Harry no dice nada, viendo su agitación. No ha podido ser fácil con Amos d i g g o r y Harry, puedo con el enfado, el hecho de que tenga razón es más duro, Amos perdió a su hijo por mí. g i n n y no se ve exactamente como tu culpa. Harry, y no hay nada que pueda decir coma nada que le pueda decir a nadie excepto si es para decirlo inadecuado, claro. Yin sabe a qué, o a quién se refiere. Yin y, así que, ¿qué es lo que te está disgustando? La noche anterior a Hogwarts no es nunca una buena noche si no quieres ir. Darle a la manta, fue un tierno intento. Harry, fue bastante malo desde ese punto. Dije algunas cosas yin y. Yin y, lo escuché. Harry, ¿y todavía me hablas? Yin y, porque sé, que cuando sea un buen momento pedirás perdón. Dirás que no lo decías en serio, que lo decías enfocado en otras cosas. Puedes ser honesto con el Harry. Es todo lo que él necesita. Harry, solo desearía que fuera más como l i l y o James. g i n n y secamente, bueno quizás no tan sincero. Harry, no, no quiero cambiar nada de él, pero a ellos puedo entenderlo así. Punto. g i n n y Albus es diferente y eso no es malo. Y él puede sentir punto y tú lo sabes punto cuando te estás poniendo tu careta de Harry Potter. Él quiere ver a tuyo real. Harry, la verdad es una cosa cosa terrible y hermosa y por lo tanto debe de ser tratada con precaución punto y en y mira sorprendida. Dame el dor. g i n n y, una cosa extraña para decirle a un niño. Harry, no cuando piensas que ese niño va a morir para salvar el mundo punto. Harry gime de nuevo y hace todo lo posible para no tocarse la cicatriz. g i n n y, Harry que va mal. Harry, bien, estoy bien, te he escuchado, voy a intentar ser. g i n n y t e duele la c i c a t r i z Harry, no. No. Estoy bien. Ahora Nox, vamos a intentar dormir un poco. g i n n y c u á n t o tiempo había pasado desde que te dolió la c i c a t r i z Harry se volvió hacia g i n n y su cara lo decía todo. Harry, 22 años. Acto 1, escena 10. El expreso a Hogwarts. Albus anda rápidamente a través del tren. Rose, Albus te he estado buscando. Albus, ¿a mí? ¿Por qué? Rose no está segura de cómo poner en una frase lo que quería decir. Rose, Albus, es el comienzo del cuarto año, y c o m o es el comienzo de un año nuevo para nosotros. Quiero que seamos amigos de nuevo. Albus, nosotros nunca hemos sido amigos. Rose, eso no es cierto, éramos amigos cuando teníamos seis. Albus, eso fue hace mucho. Él intenta andar en otra dirección, ella le mete en un vagón vacío. Rose, ¿has escuchado los rumores? El gran ministro ha asaltado hace unos días. Tu padre fue increíblemente valiente. Albus, ¿cómo sabes siempre estas cosas y yo no? Rose, aparentemente el punto, el mago al que atraparon. Punto Theodore Not, creo. Punto tenía un montón de cosas que rompían todo tipo de leyes, incluyendo. Punto y esto les tiene a todos alucinados un gira tiempo ilegal. Y uno bastante bueno. Albus mira a Rose, todo empieza a encajar. Albus, ¿un gira tiempo? ¿Mi padre ha encontrado un gira tiempo? Rose, e SH. Si ya lo sé, fantástico, ¿cierto? Albus, ¿estás segura? Rose, completamente. Albus, ahora necesito encontrar a Scorpius. Él anda a través del tren Rose le sigue decidida a decir su discurso. Rose, Albus. Albus se da la vuelta decidido. Albus. ¿Quién te ha dicho que tienes que hablarme? Rose, salta vale, tal vez tu madre, envió una lechuza a mi padre coma pero solo porque ella está preocupada por ti. Y. Yo solo pensé punto. Albus, déjame solo Rose. Scorpius está sentado en su habitual vagón. Albus entra primero, Rose todavía lo sigue. Scorpius, Albus.、Oh, hola Rose, ¿a qué hueles? Rose, ¿qué a qué hueló? Scorpius, no, quiero decir es una cosa agradable. Hueles como a una mezcla de flores frescas y pan fresco. Rose, Albus estoy aquí, ¿vale? Si me necesitas. Scorpius, quiero decir, un pan agradable, un buen pan, pan. ¿Qué hay de malo con el pan? Rose a c h a agitando su cabello. Rose, ¿qué está mal con el pan? Albus, te he estado buscando por todas partes. Scorpius, y ahora m á s encontrado. Tachan. Estaba escondido, ya sabes cómo me gusta. Llegar pronto. Evitar que la gente me mire fijamente, gritando el hijo de Voldemort en mi espalda. Es algo a lo que nunca te acostumbras, realmente no le gusto nada. No. Albus abraza a su amigo. Con fiereza, le corta la respiración, Scorpius está sorprendido por ello. Vale. Hola. Pum, ¿nos habíamos abrazado antes? ¿Nos abrazamos? Albus, solo unas horriblemente malas, últimas 24 horas. Scorpius. ¿Qué ha pasado en ellas? Albus, te lo explicaré más tarde, tenemos que salir de este tren. Suenan las chimeneas fuera, el tren comienza a moverse. Scorpius, tarde el tren comienza a moverse, Hogwarts, allá vamos. Albus, entonces tendremos que salir del tren en marcha. La señora del carrito, ¿algo del carrito queridos? Albus abre la ventana y empieza a escalarla. Scorpius, ¿de un tren mágico en marcha? Señora del carrito, ¿Pasteles de calabaza? ¿Calderos dulces? Scorpius, Albus Severus Potter, quita esa extraña expresión de tu cara. Albus, primera pregunta, ¿qué sabes acerca del torneo de los magos? Scorpius, feliz, oh. Una trivia. Tres escuelas eligen a tres campeones para competir en tres pruebas por una copa, ¿qué tiene eso que ver con lo que sea? Albus, eres un completo friki, ¿sabías eso? Scorpius, M, sí. Albus, segunda pregunta, ¿por qué no se ha celebrado el torneo de los magos en los últimos 20 años? Scorpius, el último torneo incluyó a tu padre y a un chico llamado c e d r i c d i g g o r y ellos decidieron ganar juntos, pero la copa era un traslador y fueron transportados a Voldemort. c e d r i c fue asesinado. Cancelaron la competición inmediatamente después. Albus, bien tercera pregunta. ¿Era necesario que c e d r i c fuera asesinado? Pregunta fácil, con fácil respuesta, no. Las palabras que Voldemort usó fueron matar al repuesto al repuesto. Él murió solo porque estaba con mi padre, y mi padre no pude salvarlo nosotros podemos. Un error fue cometido y nosotros podemos remediarlo. Vamos a usar un gira tiempo, lo vamos a traer de vuelta. Scorpius, Albus, por razones obvias, no soy un fan incondicional de los gira tiempos. Albus, cuando amos d i g o r y preguntó por el gira tiempo mi padre l e negó que existiera. Él mintió a un anciano que s o l o quiere a su hijo de vuelta. Que s o l o ama a su hijo, y él hizo eso porque no le importaba. Porque no le importa. Todo el mundo habla de las cosas valientes que Papa hizo. Pero cometió algunos errores también. Algunos errores graves de hecho. Yo quiero remediar uno de esos errores. Quiero que salvemos a Cedric. Scorpius, vale lo que sea que esté pasando por tu cabeza tiene que terminar. Albus, yo voy a hacer esto Scorpius. Yo necesito hacer esto. Y tú sabes igual de bien que sé yo. Que voy a ser un completo desastre si no vienes conmigo. Vamos. Albus hace una mueca y desaparece Scorpius tibuteo de un momento, hace una mueca, se anima a sí mismo y desaparece después de Albus. Acto 1. Escena 11. El techo del Hogwarts Express. El viento sopla en todos los ángulos, y es un viento fiero. Scorpius, vale ahora estamos en el techo del tren, es rápido, da miedo, ha sido genial. Me siento como si hubiera aprendido algo de mí, y algo de ti, pero. Albus, como he calculado, deberíamos estar pasando el viaduto c pronto y de ahí h a b r á una pequeña caminata a la casa s e t e o s w a l d para brujos y brujas ancianos. Scorpius, ¿el qué? ¿Dónde? Mira estoy igual de excitado que tú con esto de ser rebelde por primera vez si punto en el techo del tren d i v e r t i d o Pero ahora punto o.、Oh. Scorpius ve algo que no quería ver. Albus. El agua será un apoyo extremadamente útil si nuestro hechizo de amortiguación falla. Scorpius, Albus, la señora del carrito. Albus, ¿quieres un snack para el camino? Scorpius, no Albus, la señora del carrito está viniendo a nosotros. Scorpius coloca a Albus en la dirección correcta, y ahora puede ver a la señora del carrito que se acerca con indiferencia empujando su carrito. Señora del carrito, ¿algo del carrito queridos? ¿Pasteles de calabaza? ¿Ranas de chocolate? ¿Pasteles caldero? Albus, oh. La señora del carrito, la gente no sabe mucho sobre mí. Ellos compran mis pasteles caldero pero nunca me notan realmente. No recuerdo la última vez que alguien preguntó mi nombre. Albus 2. Signo de interrogación abierta: ¿Cuál es tu nombre? Señora del carrito, lo he olvidado. Lo único que os puedo contar es que cuando el Hogwarts Express fue a hacer su primer viaje. o t e l i n e Gamble en persona me ofreció este trabajo. Albus. Eso es 190 años. ¿Has estado haciendo este trabajo por 190 años? La señora del carrito, estas manos han hecho más de 6 millones de pasteles de calabaza. Me he hecho bastante buena en ello. Pero lo que nadie nota acerca de mis calderos dulces, es lo fácil que se transforman en otra cosa. Ella coge un caldero, lo lanza como si fuera una granada, y esta explota. ¿Y no os vais a creer lo que puedo hacer con mis ranas de chocolate? Nunca. Nunca. He dejado a nadie dejar este tren antes de llegar a su destino, algunos lo intentaron Sirius Black y sus amigos, Freddy George y Wesley. Todos fallaron, porque a este tren no le gusta a la gente que quiere salir de él. Las manos de la señora del carrito se transforman en unas cuchillas muy afiladas, ella sonríe. Así que por favor, vuelvan a sus asientos por el resto del camino. Albus, tú tenías razón Scorpius, este tren es mágico. Scorpius, en este preciso momento. No estoy satisfecho de tener razón. Albus, pero yo tenía razón también como acerca del viaducto hay agua ahí abajo, es hora de probar el encantamiento amortiguador. Scorpius, Albus esa es una mala idea. Albus, lo es. Él vacila un momento, luego se da cuenta de que el momento de vacilar ya ha pasado. Demasiado tarde ya. 3, 2, 1 Moliar e respira uno mientras salta. Scorpius, Albus. Albus. Mira hacia abajo desesperadamente en busca de su amigo, mira a la señora del carrito que se está acercando, con su pelo al viento y sus cuchillas especialmente afiladas. Bien, por muy divertida que te veas. Tengo que ir tras mi amigo se tapa la nariz al saltar tras Albus, lanzando e l hechizo mientras cae. Moyaré. Acto 1, escena 12. El escenario está repleto de brujos y brujas, hablando y haciendo sonidos que s o l o los v e r d d e r o s magos pueden hacer. Entre ellos g i n n y Draco y Ron. Encima de ellos, en el escenario Hermión y Harry. Hermión, orden. Orden. ¿Tengo que conjurar el silencio? Pone silencio desde detrás usando su varita. Bien. Bienvenidos a esta reunión general extraordinaria. Estoy feliz de que tantos de vosotros hayáis podido venir. El mundo mágico ha estado viviendo en paz por muchos años ya. Han pasado 22 años desde que vencimos a Voldemort en la batalla de Hogwarts y estoy encantada de decir que hay una nueva generación creciendo. Conociendo s o l o la historia del conflicto. Desde aquí. Harry. Harry, los aliados de Voldemort se han visto en movimiento desde hace algunos meses. Hemos seguido a los Troyes en su camino por Europa, a los gigantes empezando a cruzar océanos y los hombres lobo, bien. Estoy avergonzado de decir que los perdimos hace algunas semanas. No sabemos a dónde han ido, o quién les está instando a moverse y estamos preocupados acerca de lo que eso puede significar. Así que estamos preguntando, si ¿sí、alguno ha visto algo? Si he sentido algo? Si pudierais levantar la varita, escucharemos hablar a todo el mundo. Profesora McGonagall, gracias. Profesora McGonagall, yo vi como si los almacenes de pociones hubieran sido intervenidos cuando volvimos de las vacaciones de verano, pero no faltaban demasiados ingredientes, algo de piel de Bonslang y algunas alas de moscas, nada del registro restringido. Le echamos la culpa a PBS. Hermión, gracias profesora, lo investigaremos, ella mira alrededor de la sala. ¿Nadie más? Bien, y, hablando a todo el mundo y esto no ha pasado desde Voldemort. La cicatriz de Harry vuelve a doler. Draco, Voldemort está muerto, Voldemort se ha ido. Hermión, si Draco, Voldemort está muerto, pero este tipo de cosas nos instan a pensar que hay una posibilidad de que Voldemort o algún resto de Voldemort, puede estar de vuelta. Esto trae una reacción. Harry, guión ahora esto es incómodo, pero tenemos que preguntarlo. Aquellos de vosotros que tengáis la marca tenebrosa. a h a b é i s sentido algo? Aunque sea una punzada. Draco, otra vez con tus perjuicios contra aquellos que tenemos la marca, ¿no es así p o t t e r Hermión, no, Draco. Harry está solo intentando. Draco, ¿tú sabes de qué va esto? Harry solo quiere su cara de vuelta en los periódicos de nuevo. Tenemos rumores acerca de Voldemort en el Profeta una vez al año. Harry, ninguno de esos rumores vino de mí. Draco. ¿De verdad? No edita tu esposa el profeta g i n n y s Las páginas de deportes. Hermión, Draco, Harry trajo esto a la atención del ministerio. Y yo, como ministra de magia. Draco, fuiste votada solo porque eres su amiga. Ron es retenido por g i n n y mientras intenta atacar a Draco. Ron, ¿quieres un tortazo en la boca? Draco, a s ú m e l o Su impacto célebre os ha beneficiado a todos. Y es mejor que tengáis a todo el mundo susurrando el nombre de Potter de nuevo, con, mira brevemente a Harry. Mi cicatriz está doliendo, mi cicatriz duele. Y todos sabéis lo que eso significa. Que los periodistas carroñeros, tienen de nuevo una oportunidad para difamar a mi hijo con sus estúpidos rumores sobre su parentesco. Harry, Draco nadie está diciendo que esto tenga algo que ver con Scorpius. Draco, bien por mi parte creo que esta reunión es un timo. Me voy. Él se marcha. Otros empiezan a dispersarse tras él. Hermión, no esa no es la manera, volver, necesitamos una estrategia. Acto 1, escena 13. Hogar S.T. Oswald para magos y brujos ancianos. Es un caos. Es mágico. Es el hogar S.T. Oswald para magos y brujas ancianos y este es tan maravilloso como podrías esperar. Los andadores están conjurados como si tuvieran vida propia, los ovillos de lana son un caos, y los enfermeros están bailando tango. Hay gente liberada de la carga de tener que hacer magia por un motivo en lugar de ello, los magos y las brujas que están ahí, hacen magia por diversión. Y vaya si lo consiguen. Albus y Scorpius entran, miran a su alrededor, divertidos puntos se miran un poco asustados. Albus y Scorpius, guionum, perdonar. Perdonar. Perdonar. Scorpius, vale, este lugar es salvaje. Albus, estamos buscando a Amos de Gori. De repente hay un silencio total. Todo el mundo está instantáneamente quieto, y un poco deprimido. La mujer de la lana, ¿y por qué querríais vosotros chicos, ver a ese miserable viejo? Delfi aparece con una sonrisa. Delfi, Albus. Albus. ¿Has venido? ¡Qué maravilla! Ven a saludar a Amos. Acto 1, escena 14. Hogares Eteosuald para magos y brujos ancianos. Habitación de Amos. Amos mira a Albus y a Scorpius irritado. d e l f i los mira a los tres. Amos, así que dejarme que me a c l a v e Escuchaste una conversación, una conversación que no tendrías que haber escuchado. Y has decidido sin incitación punto en conclusión sin pensar, interferir, interferir fuertemente, en los asuntos de otra persona. Abus, mi padre te mintió sé que lo hizo, ellos tienen un gira tiempo guión. Amos, por supuesto que lo tienen, ahora puedes irte. Albus, ¿qué? No. Estamos aquí para ayudar. Amos, ¿Ayudar? m o s a ¿Qué podría hacer un par de adolescentes enanos por mí? Albus, mi padre te ha demostrado que no hay que ser adulto para cambiar el mundo mágico, Amos, guión, así que te debería permitir involucrarte porque eres un p o t e r ¿Estás beneficiándote de tu apellido? Albus, no. Amos, guión, un p o t e r que está en la casa Zitterin. Sí, he leído acerca de ti punto y que ha traído a un m a l f o y a visitarme. ¿Un malfe que podría ser Voldemort? ¿Quién me asegura que no estáis envueltos en magia negra? Albus, pero a m o s tu información era obvia, pero la confirmación es útil. Tu padre mintió. Ahora iros. Los dos, y d e j a r de malgastar mi tiempo. Albus, con poder y fuerza, no, necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Cuánta sangre hay en las manos de mi padre. Déjame ayudarte a cambiar eso. Déjame ayudarte a enmendar uno de sus errores. Confía en mí. a m o s con voz elevada, guión. No más escuchado chico? No tengo razones para creerte. Así que fuera. Ahora. Antes de que te haga irte. Él levanta su varita con poderío. Albus mira a la varita. Si desinfla. Amos le ha vencido. Scorpius, vamos compañero, si hay algo en lo que somos buenos, es en saber, donde no somos bien recibidos. Albus se resigna a irse, Scorpius le rodea con el brazo, él se da la vuelta, y ambos andan hacia afuera. Delphi. Yo sí puedo encontrar una razón por la que deberías confiar en ellos tío. Ellos se paran. Son los únicos que se han presentado voluntarios para ayudar. Están preparados, para ponerse valientemente en peligro, solo para traer a tu hijo de vuelta. De hecho, estoy bastante segura, de que se han puesto a sí mismos en peligro solo para llegar hasta aquí. Amos, estamos hablando de Cedric. Delphi, Guion y, ¿no te dices a ti mismo Guion, que tener a alguien en Hogwarts podría ser una ventaja masiva? Delphi besa la cabeza de Amos, Amos mira a Delphi, y después se voltea a los chicos. Amos, ¿por qué? ¿Porque queréis poneos r a vosotros mismos en peligro? ¿Qué es para vosotros? Albus, sé lo que es ser de repuesto, tu hijo no merecía ser asesinado, MR Bigori, podemos ayudarte a t e n e r l o de vuelta. Amos, finalmente mostrando emoción, mi hijo mi hijo era lo mejor que me había pasado y estáis en lo cierto fue una injusticia. Una injusticia inmensa. Si vosotros habláis en serio. Albus, somos mortalmente serios. Amos, esto va a ser peligroso Albus, lo sabemos. Scorpius, lo sabemos. Amos, d e l f i igual, ¿estás preparada para acompañarles? d e l f i si eso te hace feliz tu ella sonríe a Albus, él le devuelve la sonrisa. Amos, ¿entendéis, que incluso conseguir el giro tiempo pondrá en riesgo vuestras vidas? Albus, ¿estamos listos para poner nuestras vidas en peligro Scorpius, lo estamos? Acto 1, escena 15. Casa de Harry y Ginny Potter, cocina. Harry, Ron Hermione y Ginny están sentados juntos, comiendo en la cocina. Hermione, se lo he dicho a d r a c u n a y otra vez, nadie en el misterio está diciendo nada sobre Scorpius. Los rumores no vienen de nosotros Ginny, yo le escribí, después de que perdiera a Astoria, para preguntarle si había algo que pudiéramos hacer. Pensé que a lo mejor, como tiene una buena relación de amistad con Albus, Scorpius querría quedarse aquí una parte de sus vacaciones de Navidad. Mi carta volvió con una lechuza y una respuesta que contenía solo una frase pídele a tu marido que niegue esas alegaciones sobre mi hijo de una vez por todas. Hermión, está obsesionado. g i n n y él es un descelebrado, un descelebrado de luto. Ron, yo lo siento por su pérdida, pero cuando acusa a Hermión de... Bueno. Mira a Harry, por el amor de Dios, se lo digo a ella todo el tiempo, pueden o s e r nada. Hermión, ¿ella? Ron, los Troyes pueden haber ido a una fiesta, los gigantes a una boda, tú puedes estar teniendo esas pesadillas porque estás preocupado por Albus, y tu cicatriz puede estar doliendo porque te estás haciendo mayor. Harry, haciéndome mayor? Gracias, tío. Ron, honestamente, cada vez que me siento ahora suelto un sonido de OOF. Un OOF y mi pie, los problemas que estoy teniendo con mi pie, podría escribir canciones acerca del dolor que me causa mi pie. Puede que tu cicatriz sea igual. g i n n y lo que estás hablando es basura. Ron, esa es mi especialidad, eso y mi rango de cajas de snack en oferta, y mi amor por todos vosotros, incluso por la flacucha de g i n n y g i n n y si no te comportas Ronald Weasley, se lo diré a mamá. Ron, no lo harás. Hermión, si alguna parte de Voldemort ha sobrevivido, en la forma que sea, necesitamos estar preparados, estoy asustada. g i n n y Yo también estoy asustada. Ron, a mí no me asusta nada, aparte de mamá. Hermión, lo que quiero decir, Harry, es que no seré Cornelius Fuges e t e vez. No voy a esconder la cabeza en la arena, y no me importa lo impopular que esto me haga con Draco Malfoy. Ron, nunca fuiste especialmente popular para él, ¿no? Hermión le lanza una mirada fulminante a Ron mientras intenta golpearlo, pero Ron salta fuera de su alcance. Fallaste. g i n n y golpea a Ron, Ron hace una mueca. Me has golpeado, me has golpeado fuerte. De repente una lechuza entra en el cuarto. Esta se posa y deja una carta en el plato de Harry. Hermión, un poco tarde para lechuzas, ¿no? Harry abre la carta. Sorprendido. Harry, es de la profesora McGonagall. g i n n y q u é es lo que dice? La cara de Harry se l l e n a de gotas. Harry, g i n n y e es Albus, Albus y Scorpius, nunca llegaron al colegio. Están desaparecidos. Acto 1, Escena 16. Bodega del Ministerio. Scorpius mira con los ojos entrecerrados una botella. Scorpius, ¿así que vamos a beberlo sin más? Albus, Scorpius, ¿en serio te tengo que explicar esto a ti? Guión Friki y experto en pociones. Punto, ¿Qué es la poción multijugos? Gracias al trabajo brillante de preparación de Delphi, vamos a tomar esta poción y ser transformados, y por lo tanto podremos entrar encubiertos en el Ministerio de Magia. Scorpius. Vale dos puntos. El primero, ¿es doloroso? Delphi, mucho. Según tengo entendido. Scorpius, gracias. Bueno saberlo. Segundo punto, ¿alguno de los dos sabe a qué sabe la poción multijugos? Porque he escuchado que sabe a pescado, y si es así, simplemente lo vomitaré. El pescado y yo, no congeniamos. Nunca lo hicimos, nunca lo haremos. Delphi, c o n s i d e r a n o s advertidos. Ella se bebe a poción. No sabe a pescado. Empieza a transformarse sagonizante. De hecho sabe un poco bien, es doloroso pero. Ella erupta fuerte, un momento, hay un poco. Leve, erupta de nuevo y se convierte en Hermione, leve abrumador residuo a pescado. Albus, ok, eso fue wow. Delphi barra Hermione, esto realmente no se sintió como yo, yo sueno incluso como ella. Triple wow. Albus, bien, seré el siguiente. Scorpius, no de ninguna manera. si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Se pone un par de gafas que nos son familiares con una sonrisa, juntos. Guión. Albus, 3, 2, 1. Lo beben bueno, está bien, se retuerce de dolor, menos bien. Los dos empiezan a transformarse y es agonizante Albus se convierte en Ron Scorpius en Harry y los dos se miran, hay un silencio. Albus barra Ron, esto va a ser ligeramente incómodo, ¿no? Scorpius barra Harry, de manera dramática. Disfrutando él. Momento, vete a tu cuarto. Vete ahora mismo a tu cuarto. Has sido un hijo realmente horrible y malo. Albus barra ron, riendo, Scorpius. Scorpius barra Harry, atando su capa sobre sus hombros, esta fue tu idea coma que yo fuera e l iturrón. Solo quiero divertirme un poco antes de. Entonces erupta fuerte, vale eso fue sumamente horrible. Albus barra ron, ya sabes el lo esconde bastante bien. Pero el ron tío supera a menudo ese sonido. d e l f i barra Hermión, deberíamos irnos guión, ¿no creéis? Emergen en la calle. Entran en la cabina telefónica, marcan el Dial 62442. La cabina telefónica, bienvenido Harry Potter, bienvenido a Hermión Grigner, bienvenido Ron Wesley. a Ellos sonríen mientras la cabina telefónica se esconde bajo el suelo. Acto 1, Escena 17. Harry, Hermión. y i n n y y Draco caminaban en una habitación pequeña. Draco, hemos buscado cuidadosamente por las vías. Harry, mi departamento ha buscado ya y nuevamente lo están haciendo. Draco, ¿y la bruja del carrito no está dispuesta a decirnos algo más útil? Hermión, la bruja del carrito está furiosa. Ella sigue hablando acerca de haber defraudado a Otaline Gamble. Ella estaba orgullosa de sí misma acerca de sus registros de entrega con Hogwarts. y i n n y ¿Ha habido algún caso mágico reportado por los Mages? Hermión, no hasta ahora. He mantenido al primer ministro precavido y él lo ha presentado como lo que se conoce como Whisper, persona desaparecida. Suena como un hechizo, ¿cierto? Draco, entonces, ¿ahora confiamos en Mages para encontrar a nuestros hijos? ¿Ahora te debemos decirles acerca de la cicatriz de Harry también? Hermión, solo estamos pidiendo ayuda a los Mages. Y quién sabe si la cicatriz de Harry está involucrada en esto, pero ciertamente es mejor tomarlo en serio. Nuestros h o r o r e s están investigando a cualquiera involucrado con magia negra y guión. Draco, esto no está relacionado con los mortífagos. Hermión, no estoy segura, comparto tu confidencia. Draco, no estoy siendo tu confidente, estoy en lo correcto. Un montón de cretinos persiguiendo magos oscuros ahora. Mi hijo es un malfoy, a ellos no les importará. Harry. A no ser que haya algo nuevo por ahí, algo que guión bajó. g i n n y estoy de acuerdo con Draco. Si esto es un secuestro guión bajo que se hayan llevado a Albus lo entiendo, llevándose a ambos. Harry cerró los ojos con g i n n y estaba claro a lo que ella se refería. Draco, y Scorpius es un seguidor, él no es un líder, a pesar de todo lo que he tratado de inculcar en él. Entonces es sin duda alguna Albus quien lo hizo bajar de ese tren y mi pregunta es, ¿a dónde lo pudo haber llevado? g i n n y Harry ellos huyeron, tú y yo lo sabemos. Draco se da cuenta que la pareja se están mirando el uno al otro. Draco, ¿ustedes? ¿Ustedes lo sabían? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? Hay un silencio. Cualquier información que estén callando, les recomiendo decirla ahora. Harry, Albus y yo tuvimos una discusión, el día anterior a ese. Draco, y Harry titubea y luego hace contacto visual con Draco. Harry. Y le dije que había momentos en donde desearía que él no fuese mi hijo. Otro momento de silencio. Uno largo momento y entonces Draco se acerca peligrosamente hacia Harry. Draco, si algo le sucede a Scorpius. Y se interpone entre Harry y Draco. Y i n y, no amenaces, Draco, por favor no lo hagas. Draco, gruñido, mi hijo está desaparecido. Y i n y, también gruñendo, el mío también. Se encuentra con su mirada. Hay emociones reales en esa habitación. Draco, labios tensos, cada p u l g a d a en él de su padre, si necesitan oro. Todo lo que tenemos lo s m a r f o y Él es mi único heredero. Él es mi guión bajo única familia. Hermión, el ministro tiene mucho en reserva, gracias, Draco. Draco comienza a irse, se detiene. Mira a Harry. Draco, no me importa lo que hiciste o a quién salvaste, eres una constante maldición en mi familia Harry Potter. Acto 1. Escena 18. Ministerio de Magia, Corredor. Scorpius Barra Harry, ¿y estás seguro de esto? Un guardia pasa, Scorpius Barra Harry y Delphi Barra Hermione se ponen en su papel. Scorpius Barra Harry, sí, ministro. Yo creo que esto hay que reflexionarlo con cuidado. Guardia, con una inclinación de la cabeza, ministra. Delphi Barra Hermione, sí, vamos a reflexionar. Él sigue caminando y pasa de largo. Delphi Barre Hermione, fue idea de mi tío Usar Veritas Serum, estábamos en una visitando a un oficial del ministerio y se lo pusimos en una bebida. Nos contó acerca del gira tiempo, que lo habían encontrado y nos contó dónde estaba, la oficina de la ministra de magia. Ella señaló una puerta. De pronto escuchan un ruido. Hermione, desde fuera, Harry. Deberíamos hablar acerca de... Harry, desde fuera, no hay nada de qué hablar. Delphi Barre Hermione, o、oh、no. Albus barra Ron, Hermión y mi papá. El pánico es instantáneo y se refleja en sus caras. Scorpius barra Harry, ok, lugares para esconderse. No hay lugares donde esconderse. ¿Alguien sabe un encantamiento de invisibilidad? Delphi barra Hermión, debemos ir a su oficina. Albus barra Ron, ella va a ir a su oficina. Delphi barra Hermión, no hay otro lugar. Hermión, desde fuera, si tú no hablas conmigo o con y i n n y acerca de... Scorpius barra Harry, para atrás. Alohomora. Él dirige su varita hacia la puerta. Esta se abre. e l celebra encantado. Delphi barra Hermión, Albus, bloqueala. Tienes que ser tú. Harry, desde fuera, ¿qué hay que decir? Albus barra Ron, yo signo de interrogación signo de interrogación abierta por qué? Delphi barra Hermión, bueno, ¿por qué no podemos ser alguno de nosotros? O,、oh, ¿por qué somos ellos? Hermión. Desde fuera, lo que dijiste claramente estuvo mal, pero hay más actores en este juego que. Albus barra Ron, pero, yo no puedo. Yo. Hay un movimiento rápido y Albus barra Ron termina parado afuera de la puerta. Hermión y Harry entran en escena. Harry, Hermión, estoy muy agradecido contigo por tu interés pero no hay necesidad de. Hermión, Ron. Albus barra Ron, sorpresa. Hermión, ¿qué estás haciendo aquí? Albus barra Ron. ¿Acaso un hombre necesita una excusa para ver a su esposa? Él b e s a a Hermión. Con seguridad. Harry, yo debería irme. Hermión, Harry. Mi punto es. Lo que sea que dijo Draco. Las cosas que le dijiste a Albus. Yo no creo que beneficie a nadie, que sigas pensando en ello. Albus barra Ron, oh, están hablando acerca de que Harry dijo algo que a veces deseaba, que yo, se corrige, de que Albus no fuera su hijo. Hermión, Ron. Albus barra ron, mejor afuera que adentro, eso es lo que yo digo. Hermión, él sabe. Nosotros decimos cosas que realmente no queremos decir. Él lo sabe. Albus barra ron, pero, ¿qué pasa si hay cosas que sí、si、queremos decir, qué pasa entonces? Hermión, ron, no es el momento para esto. Albus barra ron, claro, no lo es. Adiós cariño. Albus barra ron mira como ella se va, esperanzado de qué pasa de su oficina. Pero, claro ella no lo hace. Él corre para bloquearle la entrada. Ella intenta entrar pero él la bloquea cada vez y la agarra de las caderas. Hermión, ¿por qué no me dejas entrar a mi oficina? Albus barra ron, no estoy bloqueándote nada. Ella intenta entrar y él la bloquea. Hermión, si ¿sí、lo estás haciendo. Déjame entrar a mi oficina, ron. Albus barra ron, tengamos otro bebé. Hermión intenta esquivarlo. Hermión, ¿qué? Albus barra ron, o si no quieres un bebé. Unas vacaciones. Yo quiero un bebé unas vacaciones, voy a insistir en eso. Podemos hablar de eso más tarde, cariño? Quizá con una bebida en el caldero chorreante? Te amo. Hermión, lentamente, más te vale que no haya otra bomba olorosa ahí dentro, porque esta vez Merlin no te ayudará. Bien, de todos modos y vamos a ver las actualizaciones mugles. Ella sale. Harry se va con ella. Albus b a r r a r ó n voltea hacia la puerta y se recarga. Hermión regresa, esta vez sola. Hermión, n u n b e b é unas vacaciones? Algunas veces eres raro, ¿lo sabías? Albus Barrarón, es por esto que te casaste conmigo, ¿no? Mi raro sentido del humor. Ella sale de nuevo, él abre la puerta, pero ella regresa otra vez y él la cierra rápido. Hermión, puedo saborear el pescado, pero te lo advierto mantente alejado de los dedos de pescado un platillo. Albus Barrarón, claro, lo haré. Ella sale. Él mira cómo se va. Espera un momento y abre la puerta. Acto 1, Escena 19. Ministerio de Magia, Oficina de Hermión. Scorpius Barra Harry y Delphi Barra Hermión están esperando del otro lado de la puerta. Cuando entra Albus Barra Ron, él resopla, exhausto. Albus Barra Ron, todo fue muy raro. Delphi Barra Hermión, estuviste increíble, gran acción de bloqueo. Scorpius Barra Harry, no sé si chocar los 5 o molestarte porque besaste a tu tío unas 500 veces. Albus barra Ron, Ron es afectuoso. Y yo estaba intentando distraerla, Scorpius. Yo tenía que distraerla. Scorpius barra Harry, y entonces, eso fue lo que tu papá dijo. d e l f i barra Hermión, chicos, ella volverá y no tenemos mucho tiempo. Albus barra Ron, a Scorpius, ¿escuchaste eso? d e l f i barra Hermión, ¿dónde creen que Hermión escondería el giro tiempo? Ella mira alrededor, mira los libreros, busquen en los libreros. Scorpius barra Harry, ¿por qué no me contaste? Albus barra Ron, mi papá me dijo que deseaba que no fuera su hijo. ¿Cómo se inicia una conversación con eso? Scorpius barra Harry piensa que decir eso. Scorpius barra Harry, yo sé que, el rumor de Voldemort, no es verdad y tú lo sabes, pero a veces yo pienso que mi padre piensa, ¿cómo produje esto? Albus barra Ron, sigue siendo mejor que mi padre. Estoy seguro que él piensa la mayoría de las veces, ¿cómo puedo darle la espalda? Delphi Barra h e r m i ó n trata de empujar a Scorpius Barra Harry hacia las estanterías. Delphi Barra h e r m i ó n quizás si intentaran concentrarse en lo que importa. Scorpius Barra Harry, mi punto es que hay una razón por la que somos amigos, Albus, una razón por la que nos encontramos el uno al otro, ¿sabes? Y lo que sea esta aventura es acerca de. Entonces él mira un libro que está al lado de él. Scorpius Barra Harry, ¿ven estos libros? Hay varios libros interesantes aquí. Libros prohibidos, libros malditos. Albus Barra Ron, como distraer a Scorpius de un momento emotivo. Llévalo a una biblioteca. Scorpius Barra Harry, todos estos libros de la sección prohibida, mira la m a g i a más malvada del siglo 50. Sonetos de una piedra. Esto no lo encuentras en Hogwarts. Albus Barra Ron, sombras y espíritus. La guía oscura de la nigromancia. Delphi Barra Hermión, son bastantes, ¿no creen? Albus b a r r o n La verdadera historia del ópalo de fuego. La maldición imperio y cómo usarla. Scorpius barra Harry. Miren acá, UOA,、uh, mis ojos y cómo mirar el pasado con ellos de Seville Trelaunei. Un libro de adivinación. Hermión Greymer odia la adivinación. Esto es fascinante, esto es un encuentro. Él saque el libro del estante, y lo abre. Y habla. Libro, el primero es el cuarto, una desafortunada marca. Lo encontrarás estacionado. Pero no en un parque. Scorpius barra Harry. Ok, el libro habla, esto es un poco raro. Libro, la segunda es una enfermedad de huevo, menos justo de aquellos que caminan en dos piernas. Sucio, peludo, una enfermedad de huevo. La tercera es una montaña que escalar como una ruta a tomar. Albus barra Ron, un acertijo, nos está dando un acertijo. Libro, una vez en la ciudad, un paseo por un lago. d e l p i barra Hermión, ¿qué hicieron? Scorpius barra Harry, yo, Am. Yo abrí un libro. Algo que, en todos mis años en este planeta, nunca había sido una actividad peligrosa. Los libros se mueven para atraparlo, pero Albus barra Ron, logra escapar. Albus barra Ron, ¿qué fue eso? Delphi barra Hermión, ella lo encantó, ella encantó su biblioteca. El giratiempo debe estar aquí. Resuelvan el acertijo y encuéntenlo. Albus r r n el primero es el cuarto. Los encontrarás en parque pero no estacionado. Ed, Park Park Ed hace referencia a que él se encuentra en parque de estacionado, y no en Park Park. Los libros empiezan a succionar a d e l f i barra h e r m i ó n e Scorpius barra Harry, la segunda es una enfermedad de luego, menos justo de aquellos que caminan en dos piernas. d e l f i barra h e r m i ó n e e f i s i v a m e n t e hombre signo de exclamación de men. Tores. Necesitan encontrar un libro de Domentores, el montón de libros la empuja más fuerte. Albus. Albus Barra Ron, d e l f h i ¿Dónde está? Scorpius Barra Harry, concéntrate. Albus. ¿Qué fue lo que dijo? Encuentren un libro de Dementores y seamos cuidadosos. Albus Barra Ron, aquí, dominando Dementores, la verdadera historia de Azkaban. El libro se abre de golpe y se balancea de manera peligrosa. Scorpius Barra Harry intenta esquivar una pila de libros que trata de consumirlo pero cae con fuerza contra una estantería. Libro. Nací en una jaula, aplaste con la rabia de Gaunt. Lo que tenía de rirle en mí, me liberé y nada me podía detener. Albus barra ron, Voldemort. d e l f i logra hacer a un lado los libros. d e l f i más rápido. Ella es traugada por los libros otra vez. Albus barra ron, d e l f i signo de exclamación signo de exclamación abierta d e l f i Él intenta agarrar su mano, pero ella ha desaparecido. Scorpius barra Harry, volvió a ser ella misma. ¿Lo notaste? Albus barra ron, no, porque estaba más preocupado por cómo estaba siendo consumida por libros. Encuentra. Algo. Cualquier cosa de él. Él encuentra un libro. Albus barra ron, el heredero de s l y t h e r i n q u é opinas? Él saca el libro del estante y lo regresa. Albus barra ron es consumido por los libros. Scorpius barra Harry, albus signo de interrogación signo de exclamación abierta albus. Pero albus barra ron ya no está. Scorpius barra Harry, ok, no es eso. Voldemort. Voldemort. Voldemort. Revisa las estanterías. Scorpius barra Harry, m a r v o l o la verdad debe ser este. Abre el libro, se balancea y una luz sale de él, una voz profunda se escucha. Libro, soy la criatura que no has visto. Soy tú, yo soy yo. Un eco imprevisto, a veces delante. A veces detrás, un compañero constante. Porque entrelazados estamos. Albus emerge de los libros, luciendo como él. Scorpius barra Harry, Albus. Albus, no, solo. Piensa a.、Ah, ah. Albus es empujado con violencia hacia atrás hacia los libros. Scorpius barra Harry, pero, no puedo. Un eco imprevisto, ¿qué es eso? La única cosa en la que soy bueno es pensando y cuando necesito pensar no puedo. Los libros tiran de él, se siente impotente, es aterrador. Hay un silencio y de repente, bam, una parte de los libros se libera y Scorpius emerge. Scorpius, no, no tu civilter la une y punto no. Mira a su alrededor, lleno de energía. Scorpius, esto es un error, albus. ¿Puedes escucharme? Todo esto por un maldito gira tiempo. Piensa, Scorpius, piensa. Los libros intentan agarrarlo. Scorpius, un compañero constante, a veces detrás, a veces delante. Hay algo que estoy olvidando, sombra. Tú eres una sombra. Sombras y espíritus debes e r Camina hacia los estantes, observando horrorizado como los libros se van amontonando a su alrededor con cada paso. Toma el libro del estante, y todo el ruido y caos se detiene. Scorpius, era eso. De pronto Albus y Delphi caen de los estantes al piso. Delphi, nosotros fuimos. Nosotros fuimos consumidos por una biblioteca. Albus, d e l p h e s t á s bien? d e l f i wow, fue un todo un viaje. Albus nota que Scorpius está sosteniendo un libro. Albus, ¿es eso? ¿Scorpius? ¿Qué hay adentro? d e l f i yo creo que debemos irnos, ¿no creen? Scorpius abre el libro. En el centro de este, está el gira tiempo. Scorpius, nosotros encontramos el gira tiempo, nunca creí que llegaríamos tan lejos. Albus, hombre, ahora tenemos esto, el siguiente paso es salvar a Cedric. Nuestro viaje apenas inicia. Scorpius, solo inicia y casi morimos. Bien, esto se está poniendo interesante. Los susurros se convierten en rugidos. Y se baja el tirón. Acto 2, escena 1. Sueños, private drive, a la cena debajo de las escaleras. Tía Petunia, Harry, Harry. Esas ollas no están limpias. Estas ollas son una vergüenza. Harry Potter, despierta. Joven Harry. Tía p e t u n i a ¿qué hora es? Tía p e t u n i a la hora es suficiente. Sabes, cuando accedimos a que te quedaras esperábamos que mejoraras, mejorarte a hacer de ti un ser humano decente. Entonces supongo que nos echamos la culpa de lo que eres. Una gran decepción. Joven Harry, lo intento. Tía p e t u n i a intentar no es suficiente, ¿cierto? Hay manchas de grasa en los vasos. Hay marcas de desgaste en las ollas. Ahora levántate, ve a la cocina y comienza a fregar. Él se levantó de la cama, y había una mancha húmeda en parte trasera de sus pantalones. Oh no. Oh no. ¿Qué has hecho? Has mojado la cama, otra vez. Y y a tiró las mantas. Esto es inaceptable. Joven Harry, yo. Yo lo siento, creo que estaba teniendo una pesadilla. Tía Petunia, tú, niño desagradable. Solo los animales se mojan encima. Animales y desagradables niños pequeños. Joven Harry. Fue acerca de mi mamá y papá, creo que los vi, creo que los vi morir. Tía p e t u n i a ¿y por qué podría yo tener el menor interés en eso? Joven Harry, había un hombre gritando a caba de algo como a cabra, había el ruido de una serpiente siseando. Pude escuchar un grito de mi mamá. La tía p e t u n i a tomó un momento para recomponerse. Tía p e t u n i a si realmente estuvieras reviviendo sus muertes, todo lo que escucharías sería un chirrido de frenos y un horrible ruido. Tus padres murieron en un accidente de auto. Lo sabes. No creo que tu madre tuviera tiempo al menos de gritar. El señor les ahorró los detalles de sufrir más que eso. Ahora tira esas sábanas, ve a la cocina y comienza a fregar. No quiero tener decírtelo otra vez. Ella sale de un golpe y el joven Harry se queda sosteniendo las sábanas. Y el escenario cambia, los árboles giran y el sueño se convierte en otra cosa. De repente aparece Albus y se queda viendo al joven Harry y luego, justo detrás de la habitación, una lengua en parcel susurra a todos. Él está de regreso, él está de regreso. Las palabras salen de una voz conocida. La voz de Voldemort. Harry Potter. Acto 2, escena 2. Casa de Harry y Ginny Potter, escaleras. Harry despierta respirando profundamente, su cansancio es palpable y su miedo es abrumador. Harry, lumos. Ginny entra sorprendida por la luz. Ginny, ¿estás bien? Harry, estaba durmiendo. Ginny, lo estabas. Harry, tú no lo estabas. ¿Hay alguna, noticia? ¿Alguna lechuza o? g i n n y ninguna. Harry, estaba soñando, a l b u s bestia de rojo él estaba usando las túnicas de Durmstrang i n n y la túnica de Durmstrang. Harry se queda pensativo. Harry, g i n n y creo sé dónde está él. Acto 2, escena 3. Hogwarts, oficina de la directora. Harry y g i n n y están en la oficina de la profesora McGonagall. Profesora McGonagall, ¿y no sabemos en qué lugar del bosque prohibido? Harry, no he tenido un sueño como es en e años. Pero Albus estaba ahí. Yo sé que él estaba ahí. g i n n y necesitamos seguir buscando lo más rápido que sea posible. Profesora McGonagall, les puedo dar al profesor Longbottom su conocimiento de plantas les puede ser útil. De repente hay un retumbe en la chimenea, la profesora McGonagall mira consternada. Cuando de la chimenea sale Hermión. Hermión, ¿es verdad? ¿Puedo ayudar? Profesora McGonagall, ministro, esto es bastante inesperado. Y en I, puede que sea mi culpa, los persuadí para hacer una edición especial de emergencias en El Profeta, preguntando por voluntarios. Profesora McGonagall, correcto, bastante delicado, espero. Habrán pocos. Ron irrumpe cubierto en OIN, usando una servilleta manchada de salsa. Ron, ¿me he perdido de algo? No podía encontrar por cuál reflow viajar. De alguna manera terminé en la cocina. Hermión lo miró hasta que él se quitó la servilleta guión, ¿qué? De repente hay otro retume en la chimenea y sale Draco rodeado de h oín l l y polvo. Todos lo miran sorprendidos, él se levanta y sacude el h oín l l de su ropa. Draco, lo siento por tu piso Minerva. Profesora McGonagall diré que es mi culpa por tener una chimenea. Harry, me sorprende verte Draco, pensé que no creías en mis sueños. Draco, no lo hago, pero sí confío en tu suerte. Harry Potter está siempre en donde está la acción. Y necesito a mi hijo a salvo de vuelta conmigo. g i n n y entonces vamos al bosque prohibido y encontrémoslos a los dos. Acto 2, escena 4. En los límites del bosque prohibido. Albus y Delphi están uno enfrente del otro sosteniendo sus varitas. Albus, expellearmus. La varita de Delphi sale por los aires. Delphi, lo estás pillando. Eres bueno en esto coge su varita de vuelta con voz elegante eres un buen desarmador joven hombre. Albus, e s p i l l a r m u s la varita de ella vuela por los aires de nuevo. Delphi, tenemos un ganador. Los dos chocan los cinco. Albus, nunca fui bueno con los hechizos Scorpius aparece por detrás del escenario. Ve a su amigo hablando con una chica a una parte de él le gusta esto, a otra no. Delphi, yo era una basura, y después algo hizo clic. Eso va a pasar contigo también. No es que yo sea una super bruja o algo así pero creo que tú te estás convirtiendo en un buen mago, Albus Potter. Albus, entonces deberías quedarte, enseñarme más. d e l f h i por supuesto que me voy a quedar, somos amigos, ¿no? Albus, sí, sí, definitivamente amigos, definitivamente. d e l f h i genial. Hecho. Scorpius, el que está hecho? Scorpius anda adelante con decisión. Albus, dominé el hechizo, quiero decir. Es muy básico, pero fue, bien. Lo domine. Scorpius, demasiado entusiasta, intentando disfrutarlo. Y yo he encontrado la forma de cruzar el colegio. Escuchar, ¿estamos seguros de que esto va a funcionar? Delphi, sí. Albus, es un plan brillante. El secreto para que c e d r i n no sea asesinado, es que no gane el torneo de los tres magos. Si él no gana, no pueden asesinarlo. Scorpius, eso lo entiendo, pero. Albus. Así que solo tenemos que anular sus posibilidades con la primera prueba. La primera prueba es conseguir un nuevo de oro de un dragón guión, c ó m o distrajo c e d r i d al dragón. d e l f i levanta su mano, Albus la señala. Estos dos están muy coordinados ahora. d i g g o r y d e l f i transformando una piedra en un perro. Albus, bien, un pequeño expeliarmus l y no será capaz de hacer eso. Scorpius no está disfrutando del espectáculo de a dos de d e l f h i Albus. Guión. Scorpius, bien. Dos puntos. Primer punto, ¿estamos seguros de que el dragón no lo matará? Delphi, con el son siempre dos puntos, ¿no? Por supuesto no lo matará, es Hogwarts. No dejarán que ninguno de los campeones salga herido. Scorpius, vale segundo punto, un punto más significante punto estamos viajando hacia atrás, sin ningún conocimiento de cuánto podemos retroceder después de todo. Lo que es emocionante. A lo mejor deberíamos, intentar ir atrás una hora, digo, primero y luego. d e l f i lo siento Scorpius, no tenemos tiempo que desperdiciar. Esperar aquí, tan cerca de la escuela es demasiado peligroso, estoy segura de que os estarán buscando y. Albus, ella tiene razón. d e l f i ahora necesitaréis poneos esto. Ella saca dos largas bolsas de papel. Los chicos sacan uniformes de ellas. Albus, pero estos son uniformes de Dunstrang. d e l f i idea de mi tío. Si estáis con uniformes de Hogwarts, la gente a esperar saber quiénes sois. Pero hay otras dos escuelas compitiendo en el torneo de los tres magos y si estáis en uniformes de d r u m s t r a Bueno, podéis camuflaos entre la gente, ¿no? Albus, bien pensado. Vamos allá, ¿dónde está tu uniforme? d e l f h i Albus estoy halagada, pero no creo poder pasar por una estudiante, ¿no crees? Me quedaré entre la multitud y pretenderé ser un,、um, o a lo mejor puedo pretender ser una entrenadora de dragones. Vosotros vais a hacer todo el trabajo con los hechifos de todas formas. Scorpius la mira a ella, y luego a Albus. Scorpius, no deberías venir. d e l f i ¿qué? Scorpius, tienes razón, no te necesitamos para un hechizo. Y si no puedes llevar uniforme de estudiante eres un riesgo muy grande. Lo siento, d e l f i no debes venir. d e l f i pero tengo que ir, l es mi primo. Albus. Albus, creo que él tiene razón. Lo siento. d e l f i ¿qué? Albus, no vamos a cagarla. d e l p i Pero sin mí no seréis capaces de hacer el gira tiempo funcionar, Scorpius, puedes enseñarnos cómo usar el gira tiempo Delphi está realmente disgustada. Delphi, no, no os voy a dejar hacer esto. Albus, le dijiste a tu tío que confiaba en nosotros. Ahora es tu turno. La escuela está cerrada ahora. Te debemos dejar aquí. Delphi los mira a ambos y respira hondo, se obliga a sí misma a sonreír. Delphi, entonces ir pero, solo saber esto. Hoy tenéis una oportunidad que pocos tienen, hoy podéis cambiar la historia, podéis cambiar el tiempo. Pero más que eso, hoy t e n é i s la oportunidad, de traerle a un hombre anciano, a su hijo de vuelta. Ella sonríe, mira a Albus. Se agacha y gentilmente le besa las dos mejillas. Se aleja y se adentra en el bosque, Albus la mira mientras se aleja. Scorpius, no me ha besado guión, lo has notado? Mira a su amigo, ¿estás bien? Albus. Es un poco pálido, y rojo. pálido y rojo a la vez. Albus, hagamos esto. Acto 2, escena 4. El bosque prohibido. El bosque se aprecia más profundo, más oscuro, y entre los árboles, personas buscando, intentando encontrar a los brujos desaparecidos pero poco a poco la gente va alejándose hasta que Harry se queda solo él escucha algo, y gira a su derecha. Harry, Albus. Scorpius? Albus. Y entonces escucha el sonido de los cascos. Harry está sorprendido. Mira alrededor para ver de dónde viene el sonido de repente Bane sale a la luz. Él es un magnífico centauro. Bane, Harry Potter. Harry, genial, aún me reconoces Bane. Bane, te ves más mayor. Harry, lo soy. Bane, pero no más sabio. Has entrado en nuestras tierras. Harry, yo siempre he respetado a los centauros. No somos enemigos. Vosotros luchasteis de forma muy valiente en la batalla de Hogwarts, y yo luché a vuestro lado. Bane. Yo hice mi parte, pero por mi manada, y mi honor. No por vosotros. Y después de la batalla, el bosque fue proclamado tierra de centauros. Y tú estás en nuestras tierras, sin permiso, entonces eres nuestro enemigo. Harry, mi hijo está perdido Bane, necesito ayuda para encontrarlo. Bane, ¿y él está aquí? ¿En nuestro bosque? Harry, sí. b a n Entonces es tan estúpido como tú. Harry, ¿puedes ayudarme, Bane? Hay una pausa, Bane mira abajo hacia Harry imperiosamente. Bane, solo puedo contarte lo que sé. Pero te lo cuento, no en tu beneficio, sino en beneficio de mi manada. Los centauros no necesitamos otra guerra. Guión Harry, tampoco nosotros, ¿qué sabes? Bane, he visto a tu hijo Harry Potter. Lo he visto en el movimiento de las estrellas. Harry, ¿le has visto en las estrellas? Bane, no te puedo decir dónde está. No te puedo decir cómo puedes encontrarlo. Harry, pero has visto algo? ¿Has adivinado algo? Bane, hay una nube negra alrededor de tu hijo. Una peligrosa nube negra. Harry, alrededor de Albus. Bane, una nube negra que puede ponernos en peligro a todos. Vas a encontrar a tu hijo de nuevo Harry Potter, pero después, le perderás para siempre. Hace un sonido parecido al llanto de un caballo y después se aleja fuertemente dejando a un desconcertado Harry detrás. Harry comienza a buscar de nuevo, ahora con más desesperación. Harry, Albus. Albus. Acto 2, Escena 6. En el borde del bosque prohibido. Scorpius y Albus dan la vuelta y frente a ellos hay un hueco por donde se puede ver. Con una vista gloriosa. Scorpius, y ahí está. Albus, Hogwarts. Nunca había visto esta vista. Scorpius, puedes sentir el cosquilleo cuando lo miras, ¿no? Y se revela entre los árboles, Hogwarts, un e s p l e n d i d o conjunto de edificios y torres. Scorpius, desde el primer momento que escuché de Hogwarts, estuve desesperado por ir. A pesar de que a mi padre no le agradaba mucho cuando él lo describiera. Cuando tenía 10, lo primero que hacía todas las mañanas era checar e l profeta y ver si no había pasado alguna tragedia en la ceremonia de selección, si así era entonces no iría. Albus. Y entonces entraste y viste lo terrible que era. Scorpius, no para mí. Albus mira a su amigo, con incredulidad. Scorpius, todo lo quería era ir a Hogwarts, tener un compañero de aventuras como Harry Potter. Y vengo y me hago amigo de su hijo. Qué tan afortunado es eso. Albus, pero yo no soy como mi padre. Scorpius, eres mejor. Eres mi mejor amigo, Albus. Y esta aventura, en la que no estaba nada de acuerdo, Y que es probablemente caos a la décima potencia, se ha convertido en algo genial y tengo que decirlo, no me importa admitirlo, estoy un poco y solo un poco, asustado. Albus mira a Scorpius y sonríe. Albus, tú también eres mi mejor amigo, y no te preocupes, tengo un buen presentimiento de esto. Escuchan la voz de Ron, que está muy cerca de ellos. Ron, Albus. Albus. Albus se voltea asustado. Albus, debemos irnos, ahora. Albus toma el gira tiempo y pasa la cadena encima de Scorpius, presiona hacia abajo el dije, y el gira tiempo empieza a vibrar y una tormenta se crea a su alrededor. El escenario se transforma. Los dos chicos miran. Un destello de luz, una ruptura de tiempo. El tiempo se detiene. Y regresa, titubea un poco, y empieza a retroceder lentamente primero. Entonces se acelera. Acto 2, escena 7. Torneo de los Tres Magos, Límites del Bosque Prohibido, 1994. De repente todo es un alboroto de sonidos entre la multitud Albus y Scorpius. Y de repente el showman más brillante del mundo, sus palabras no las nuestras, está en el escenario usando un sonora para amplificar su voz. Y. Punto bien. Está teniendo resultado. Ludovac Man, señoras y señores, chicos y chicas, quiero daros, el mejor, el más grande, el fabuloso, el único. El inigualable torneo de los tres magos. Hay un gran aplauso. Si eres de Hogwarts dame un aplauso. Hay un aplauso alto. Si eres de Durmstrang dame un aplauso. Hay un aplauso alto. Y si eres de b e a u x b a u t s dame un aplauso. Hay un aplauso ligeramente flojo. Los franceses son un poco menos entusiastas. Scorpius, sonriendo, esto ha funcionado, ese es l u d o b a g Man. l u d o b a g Man. Y aquí están señoras y señores, chicos y chicas os presento la razón por la que estamos aquí, los campeones. 82. Representando a Duestran, que de ojos marrones, que forma de andar, que chico. No hay nada que no intentaría en una escoba. Él es Victor Krum. Scorpius y Albus, que están realmente metidos en el papel de estudiantes de Durmstadt, r vamos Victor Loco Krum, vamos Victor Loco. Krum. l u d o b a g Man. De la a c a d e m i a d e a u x Batons Footalors, es Freud de la c o u r Hay algunos aplausos educados. Y desde h o g w a r t s no uno sino dos estudiantes, nos hace a todos temblar las rodillas. Él es Federico d i g o r y Delicioso d i g o r y La muchedumbre se vuelve loca. Y por el otro lado lo conocéis como el niño que vivió, yo lo conozco como el chico que sigue sorprendiéndonos a todos. Albus, ese es mi padre. Ludovac Man, si él es Harry, el suertudo, Poter. Hay una ovación, particularmente de una chica con la mirada nerviosa en el centro de la multitud, la joven Hermione Greiner, representada por la misma actriz que hace d e Rose. Es notable que la ovación por Harry ha sido más baja que la que ha habido por Cedric. Y ahora silencio todos por favor. La primera prueba. Recuperar un h u e v o de oro. Del n i d o de, señoras y señores, chicos y chicas. Os presento dragones. Y cuidando a los dragones Charlie Wesley. Hay más ovaciones. Joven Hermión, si os vais a idear tan cerca más os vale no respirar demasiado cerca de mi cuello. e Scorpius, Rose, ¿qué estás haciendo aquí? Joven Hermión, ¿quién es Rose? ¿Qué ha pasado con tu acento? Albus, con mal acento, lo sentimos Hermión. Te hemos confundido con otra persona. Joven Hermión, ¿cómo sabéis mi nombre? l u d o b a c m a n y sin tiempo que perder. Traigamos a nuestro primer campeón enfrentándose a un irlandés de cuerno corto c e d r i d Dogori el dragón ruge distrayendo a Hermione Albus saca su varita. Y c e d r i d Dogori entra en el escenario. Y parece estar listo. Asustado, pero listo punto esquiva al dragón en el camino. Las chicas gritan entre la multitud. Ellas lloran en uno, no lastimes a nuestro c e d r i d señor dragón. Scorpius parece concentrado. Scorpius, Albus algo está yendo mal punto el giratiento está silbando. El silbido empieza, un incesante y peligroso silbido está viniendo del g i r a tiempo. l u d o b a g m a n c e d r i d gira a la derecha mientras el dragón va a la izquierda prepara su varita, ¿qué estará planeando ahora el joven y apuesto mago? Albus, extendiendo su varita, expeliarmus. La varita de c e d r i d vuela a las manos de Albus. l u d o b a g m a n guión pero no, ¿qué es eso? ¿Eso es magia negra o otra cosa sin duda c e d r i d yupri está desarmado? s c o r p i u s Albus creo que el giratiempo algo está mal. El giratiempo empieza a asilar aún más fuerte. l u d o b a g m a n todo va mal para Cedric d i g g o r y Esta podría ser el final de la prueba para él. El final del torneo. Scorpius agarra a Albus. Hay un crechendo en el silbido y un flash. Y el giratiempo está de vuelta en el presente con Albus retorciéndose de dolor. Spori con acento grave us, Albus, ¿te has hecho daño? ¿Estás bien? Albus. ¿Qué ha pasado? Scorpius, debe de haber un límite el gira tiempo tiene que tener alguna especie de límite. Albus, ¿crees que lo hemos conseguido? ¿Crees que hemos cambiado algo? De repente el escenario está invadido por todos los lados por Harry, Ron, que luce una cicatriz en un lado y cuyo ropaje se ha convertido en algo más serio. Y en hidraco, Scorpius los mira a todos y mete el gira tiempo de nuevo en su bolsillo. Albus los mira a todos aún más pálido está sumergido en el dolor. Ron, Os lo dije, os lo dije, les había visto. Scorpius, creo que nos han encontrado. Albus, hola p a p a a l g o va mal? Harry mira a su hijo con incredulidad. Harry, si podría decirse así. Albus colapsa en el suelo, Harry y g i n n y corren para ayudar. Acto 2, escena 8. Albus está dormido en una cama de la enfermería. Harry sentado, preocupado a su lado. Encima de ellos el cuadro de un hombre preocupado y amable. Harry se frota los ojos, se levanta y anda por el cuarto. Estirando su espalda. Después enfoca su vista en el cuadro. Que parece estar sorprendido de ser visto. Harry lo mira también sorprendido. Harry, profesor Dumbledore. Dumbledore, buenas tardes Harry. Harry, te extrañé todas las veces que entré en el despacho de la directora, tu cuadro resultó estar vacío. Dumbledore. Ja, bien, me gusta aparecerme en mis otros cuadros de vez en cuando. Mira a Albus, ¿estará bien? Harry, ha estado fuera por 24 horas, la mayoría del tiempo para que Madan Pomfrey pudiera restablecer su brazo. Ella dijo que esta era la cosa más extraña que hubiera visto. Es como si hubiera sido roto 20 años atrás, y hubiera soldado en las peores direcciones. Ella dijo que ahora estaría bien. Dumbledore, una cosa difícil, imagino, ver a tu niño con dolor. Harry, nunca te he preguntado cómo te sientes al haberlo llamado como tú, ¿no? Harry mira arriba a Dumbledore, y después abajo de nuevo a Albus. Dumbledore, francamente Harry, me parece un gran peso que colocar sobre un pobre chico. Harry, necesito tu ayuda, necesito tu consejo. Bane, me dijo que Albus está en peligro. ¿Cómo protejo a mi hijo, Dumbledore? Dumbledore, ¿me estás preguntando a mí? ¿Entre toda la gente cómo salvar a un chico en peligro? No podemos proteger a los jóvenes desheridos. e r El dolor debe venir, y vendrá. Harry, así que se supone, que tengo que quedarme a mirar? Dumbledore, no, se supone que le tienes que enseñar a enfrentar la vida. Harry, ¿cómo? Él me、no、escucha. Dumbledore, a lo mejor él está esperando a que le veas con claridad. Harry frunce el ceño e intenta asimilar esto. Con sensibilidad, este es un cuadro maldito y bendecido para escuchar. Cosas. En la escuela, en el ministerio. Escucho a la gente hablar. Harry. ¿Y cuál es el cotilleo sobre mi hijo y yo? Dumbledore, no es un cotilleo, es una preocupación. Que vosotros dos estáis luchando. Que es un chico difícil, y que está enfadado contigo yo me he formado la impresión de que, a lo mejor tú estás cegado por tu amor hacia él. Harry, cegado? Dumbledore, le tienes que ver cómo es Harry. Tienes que descubrir que lo está hiriendo. Harry, no lo veo cómo es. ¿Qué está hiriendo a m i h i j o Él piensa. ¿O quién está hiriendo a m i h i j o Albus, balbucea en sueños, papá. Harry, su nube negra es alguien, ¿verdad? No algo. Dumbledore, ja, realmente, ¿qué importa ya mi opinión? Soy un cuadro, una memoria. Harry, un cuadro, un recuerdo. Y yo nunca tuve un hijo. Harry, pero yo necesito tu consejo. Albus, papá. Harry mira a Albus y luego de vuelta a Dumbledore, pero Dumbledore ya se ha ido. Harry, no. ¿A dónde te has ido ahora? Albus, ¿dónde estamos? ¿En un ala de la enfermería? Harry vuelve su atención de vuelta a Albus. Harry, preocupado, si tú estás, tú vas a estar bien. Para tu recuperación Madame Pomfrey no estaba segura de que recetarte y dijo y que deberías probablemente, comer mucho chocolate. Ahora, ¿te importa que coja algo? Tengo algo que decirte y no creo que vaya a gustarte. Albus mira a su padre, ¿qué tendría que decir? Albus decide no discutir. Albus, vale, creo. Harry toma algo de chocolate. Come un gran pedazo. Albus mira a su padre, confundido. ¿Mejor? Harry, mucho. Le tiende el chocolate a Albus. Albus coge un pedazo. Padre e hijo comen un cacho juntos. ¿El brazo cómo se siente? Albus dobla su brazo. Albus, se siente genial. Harry, aliviado, ¿a dónde fuiste Albus? No puedo decirte lo que nos hiciste tu madre estaba enferma de la preocupación. Albus mira hacia arriba, es un mentiroso fantástico. Albus, decidimos que no queríamos regresar al colegio. Pensamos que podíamos empezar de nuevo, en el mundo mugle y descubrimos que estábamos equivocados. Estábamos regresando a Hogwarts cuando nos encontraste. Harry, en el uniforme de Durmstrang. Albus, el uniforme fue, la cosa es, que Scorpius y yo, nosotros no lo pensamos. Harry, ¿y por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por mí? ¿Por las cosas que te dije? Albus, no lo sé, h o g w a r t s no es exactamente un sitio muy placentero cuando no encajas en él. Harry, ¿y Scorpius? ¿Te invito a irte? Albus, ¿Scorpius? No. Harry mira a Albus intentando ver al menos una hora alrededor de él, pensando muy profundamente. Harry, necesito que te mantengas lejos de Scorpius Malfoy. Albus, ¿qué? Scorpius? Harry, no sé cómo si c i s t e i s amigos en un primer momento pero lo hicisteis, y ahora necesito que tú. Albus, mi mejor amigo? Mi único amigo? Harry, él es peligroso. Albus, Scorpius? ¿Peligroso? ¿Le has conocido? Papá, si ¿sí、realmente piensas que él es el hijo de Voldemort. Harry, no sé quién es, solo sé que tienes que mantenerte lejos de él. b a n me lo dijo. Albus, ¿quién es b a n Harry, un centauro con profundas dotes adivinatorias. Él dijo que hay una nube negra a tu alrededor y John. Albus, una nube negra? Harry, y yo tengo muy buenas razones para pensar que la magia negra está resurgiendo y necesito mantenerte a salvo de ella. A salvo de él. De Scorpius. Albus titubea un momento, luego su cara se fortalece. Albus, y si no lo hago? ¿Mantenerme lejos de él? Harry mira a su hijo, pensando rápidamente. Harry, hay un mapa. Solía ser utilizado para aquellos que no tenían buenas intenciones. Ahora lo vamos a usar para mantenerte vigilado. Completamente vigilado. La profesora McGonagall te vigilará en todo momento. Cada vez que seas vistos juntos me mandará una lechuza, cada vez que intentes abandonar Hogwarts me mandará una lechuza. Espero que vayas a tus clases, de las cuales no vas a compartir ninguna con Scorpius entre ellas, estarás en la sala común de Gryffindor. Albus. No puedes hacerme entrar en Gryffindor. Yo soy un s l y t h e r i n Harry, no juegues juegos Albus, sabes perfectamente en qué casa estás, si ella te encuentra con Scorpius. Guión guión te hechizaré con un hechizo que me permita mantener mis ojos y mis oídos en ti en cada uno de tus movimientos, en cada uno de tus comentarios. Entre tanto comenzaré una investigación en mi departamento, sobre su parentesco. Albus, empezando a llorar, pero p a p a no puedes, eso no es guión. Harry, pensé durante mucho tiempo, que no era un buen padre para ti porque yo no te gustaba. Pero ahora me he dado cuenta, de que no necesito gustarte. Necesito que me obedezcas, porque soy tu padre, y sé lo que es mejor. Lo siento Albus, tiene que ser de este modo. Acto 2, escena 9. Escaleras de Hogwarts. Albus, ¿y que si me escapo? Me voy a escapar. Harry, Albus vuelve a la cama. Albus, me escaparé de nuevo. Harry, no, no lo harás. Albus, sí, sí lo haré, y esta vez me aseguraré de que Ron no pueda encontrarnos. Ron, ¿he escuchado mi nombre? Ron entra en las escaleras, su andar es ahora súper agresivo, su túnica un poco corta, sus ropas espectacularmente serias. Albus, tío Ron. Gracias al cielo, si alguna vez he necesitado una de tus. Bromas es ahora. Ron parece confundido. Ron, bromas. Yo no sé ninguna broma. Albus, por supuesto que sabes. Llevas una tienda de bromas. Ron, ahora extremadamente confuso, ¿tienda de bromas? Bien, de todas formas estoy contento de haberte encontrado. Iba a llevar algunas golosinas.como m una especie de, recupérate pronto hijo, pero un n a t u a l m e n t e palma, ella piensa demasiado las cosas mucho más que yo. Ella pensó que sería mejor para ti recibir algo que te fuera útil en la escuela. Así que te hemos conseguido. Un set de púas. Sí. Sí. Sí. Mira a esos chicos malos. En el top del rango. Albus. ¿Quién es p a d m a Harry le frunce el ceño a Albus. Harry, tu tía. Albus. ¿Tengo una tía p a d m a Ron, a Harry. Le han dado una poción con fundus para la cabeza, ¿no? A Albus. a Mi esposa, p a d m a Recuerda. Habla demasiado cerca de la cara. Huele a menta. Se apoya. p a d m a la madre de Panju. A Harry, eso es por lo que estoy aquí, por supuesto, Panju. Está en problemas de nuevo. Yo solo quería enviar un oguler, pero Palma insistió en que viniera en persona. No sé por qué. Él solo se ríe de mí. Albus, pero tú. Estás casado con Hermión. Ron no entiende nada en absoluto. Ron, Hermión? No. No. Por las barbas de m e r l i n Harry, Albus también ha olvidado que fue enviado a Gryffindor, convenientemente. Ron, sí, bien, lo siento, pero eres un Gryffindor. Albus, pero c ó m o queda en Gryffindor? Ron, persuadiste al sombrero, ¿no lo recuerdas? Panju te dijo que no quedarías en Gryffindor ni Auknue tu vida dependiera de ello, tú elegiste Gryffindor solo para ganarle. No te puedo culpar, secamente, a todos nos gusta quitarle la sonrisa de la cara a veces, ¿no? Aterrado, por favor no le d i g a s a Padma que dije eso. Albus, ¿quién es Panju? Ron y Harry miran fijamente a Albus. Ron, infiernos. No eres realmente tú, ¿cierto? De todas formas mejor iros, antes de que me e n v í e s un jougler a mí mismo. Él tropieza consigo mismo, no es siquiera una pulgada del hombre que era. Albus, pero eso. No tiene sentido. Harry, Albus, lo que sea que estás intentando, no está funcionando. No voy a cambiar de idea. Albus, papá tienes dos opciones, una llévame a. Harry, no, tú eres el que tiene las opciones Albus. Tú haces esto o te metes en un problema peor, mucho peor, ¿lo entiendes? Scorpius, Albus, ¿estás bien? Eso es fantástico. Harry, él está completamente curado, y tenemos que irnos. Albus mira a Scorpius y su corazón se rompe. Camina hacia otro lado. Scorpius, ¿estás enfadado conmigo? ¿Qué ha pasado? Albus para y mira a Scorpius. Albus, ¿ha funcionado? ¿Algo de esto ha funcionado? Scorpius, no. Pero, Albus. Harry, Albus sea de lo que sea de lo que estáis hablando, tienes que parar ahora. Es tu aviso final. Albus mira entre su padre y su amigo. Albus, no puedo, ¿vale? Scorpius, no puedes, ¿qué? Albus, solo vamos a estar mejor el uno sin el otro, ¿vale? Scorpius queda mirando cómo se va, con el corazón roto. Acto 2, Escena 10. Escaleras de Hogwarts, despacho de la directora. La profesora McGonagall está llena de infelicidad, Harry está lleno de determinación, y ni no está segura de que debería estar llena. Profesora McGonagall, no estoy segura de que este sea el propósito del mapa del merodeador. Harry, si los v e s juntos, entonces llega a ellos tan pronto como sea posible y separalos. Profesora McGonagall, Harry, ¿estás seguro de que esta sea la decisión correcta? ¿Por qué? No dudo de la visión de los centauros, pero Vane es un centauro muy cabreado, y no sería raro que estuviera usando las constelaciones para su propio fin. Harry, confío en Vane. Albus tiene que estar lejos de Scorpius. Por ese motivo, y por otros. g i n n y creo que lo que Harry quiere decir es. Harry, con finalidad, la profesora sabe lo que quiero decir. g i n n y mira a Harry, sorprendida de que la haya hablado de ese modo. Profesora McGonagall. Albus ha sido chequeado por las mejores brujas y los mejores brujos de este país y ninguno de ellos ha podido encontrar o sentir ni rastro de una maldición. Harry, y Dumbledore Dumbledore dijo. Profesora McGonagall, ¿qué? Harry, su retrato. Hablamos. Dijo algunas cosas con sentido. Profesora McGonagall, Dumbledore está muerto, Harry. Y ya te lo he dicho antes, los retratos no representan ni la mitad de su esencia. Harry, él dijo que el amor me había cegado. Profesora McGonagall, el cuadro del director es una memoria. Se supone que tiene que ser un mecanismo de soporte para las decisiones que yo tenga que tomar. Pero fui advertida cuando tomé el cargo, de que no confundiera el cuadro con la persona. Y te tengo que bien aconsejar, que hagas lo mismo. Harry, pero él estaba en lo cierto, lo veo ahora. Profesora McGonagall, Harry has estado bajo una enorme presión, la pérdida de Albus, su búsqueda, lo que puede significar el dolor de tu cicatriz. Pero créeme cuando te digo, que estás cometiendo un error. Harry, no le gustaba a Albus antes. Puede que no le vuelva a gustar de nuevo. Pero va a estar a salvo. Con mi mayor respeto Minerva tú no tienes hijos. g i n n y Harry. Harry, guión tú no lo e n t i e n d e s punto. Profesora McGonagall, muy dolida, esperaba que una vida dedicada a enseñar significara. Harry, este mapa te r e v e l a r á dónde está mi hijo en cada momento, espero que lo uses. Y si escucho que no lo haces echar abajo esta escuela, tan fuerte como pueda usando toda la fuerza del ministerio guión, ¿has entendido? Profesora McGonagall, desconcertada por esa amenaza. Perfectamente. Y inemira Harry, insegura sobre lo que se ha convertido. Él no la mira de vuelta. Acto 2, escena 11. Hogwarts, clase de defensa contra las artes oscuras. Albus entra en la clase, un poco inseguro. Hermión, así. Nuestro fugitivo del tren. Finalmente entre nosotros. Albus, Hermión. Él parece asombrado, Hermión está al frente de la clase. Hermión, creo que mi nombre es profesora Grenier, Potter. Albus, ¿qué estás haciendo aquí? Hermión, enseñando por mis pecados. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Aprendiendo, espero. Albus, pero tú eres. Tú eres. Ministra de Magia. Hermión. Has estado teniendo esos sueños de nuevo, eh Potter? Hoy vamos a ver el encantamiento Patronus. Albus, asombrado, eres nuestra profesora de defensa contra las artes oscuras? Hay risas. Hermión, estoy perdiendo la paciencia. Menos 10 puntos a Gryffindor por estupidez. Te oye Chapman, de pie llena de ira, no. No. Lo está haciendo a propósito. Odia Gryffindor y todos sabemos eso. Hermión. Siéntate Polly Chapman antes de que sea incluso peor. Polly f u n c e el ceño y se sienta. Y te recomiendo que te unas ahí a Albus a y que acabes con esta chaladura. Albus, pero tú no eres tan cruel. Hermión, y menos 20 puntos a Gryffindor, para demostrarle a Albus, que si soy así de cruel. Jan Fredericks, si no te sientas ahora mismo Albus. Albus se sienta. Albus, p u e d o s solo decir. Hermión, no, no puedes. Solo quédate quieto Potter, si no perderás esa limitada popularidad que tienes. Ahora, ¿quién puede decirme lo que es un patronus? No. Nadie. De verdad sois un manojo defraudador. Hermión sonríe con una sonrisa fina. Ella realmente es bastante cruel. Albus, no. Esto es estúpido, ¿dónde está Rose? Ella te dirá que estás siendo ridícula. Hermión, ¿quién es Rose? ¿Tu amiga invisible? Albus, Rose g r e y n e c Wesley. a tu hija. Se da cuenta, claro. Como tú y Ron no estáis casados, Rose. Hay risitas. Hermión, ¿cómo te atreves? 50 puntos menos para Gryffindor. Y os aviso, si alguien más vuelve a interrumpirme serán 100. Ella se mueve por la clase, nadie mueve un solo músculo. Bien, el Patronus es un encantamiento mágico, una proyección de vuestros mejores sentimientos, que toma la forma del animal con el que tengáis más afinidad. Es un regalo de la luz. Si podéis conjurar un patronus podéis protegeos r a vosotros mismos del mundo. Que, en alguno de vuestros casos, parece una necesidad más pronto que tarde. Acto 2, escena 12. Escaleras de Hogwarts. Albus va bajando las escaleras, mirando alrededor. Él no mira nada, él está en otro lado. Las escaleras se mueven, en un casi baile. Scorpius entra en escena detrás de él. Él piensa que Albus ya lo vio, después se da cuenta que no es así. Él baja rápidamente hasta él. Madame Och entra caminando hacia donde están ellos y señala a Scorpius, le indica se mueva, él lo hace con los hombros caídos, con esto deja claro lo solitario que se siente. Albus, sigue caminando por una de las escaleras, Scorpius camina en la otra. Las escaleras se conectan. Los dos chicos se miran. Pérdida y esperanza, todo a la vez. Y entonces Albus retira la mirada y el momento se rompe, y con eso posiblemente la amistad. Las escaleras se apartan, los dos se miran, uno lleno de culpa, el otro lleno de pena, pero ambos llenos de infelicidad. Acto 2, escena 13. Casa de Harry y Ginny Potter, cocina. Ginny y Harry se miran coterosamente, hay un argumento y ambos lo saben. Harry, esta es la decisión correcta. Ginny, suenas casi convencido. Harry, me dijiste que fuera honesto con él, pero en realidad necesitaba ser honesto conmigo mismo. Confiar en lo que mi corazón m e d e c í a g i n n y Harry, tienes el mejor corazón que todos los magos que han vivido alguna vez, y no creo que tu corazón te dijo que hicieras esto. Escucharon un golpe en la puerta, knock knock. Salvado por la puerta. Ella sale. Después de un momento, Draco entra consumido por la ira pero escondiéndola bien. Draco, no me puedo quedar mucho tiempo. No necesitaré mucho tiempo. Harry, ¿cómo puedo ayudarte? Draco. No estoy aquí para rivalizarte. Pero mi hijo está llorando y soy su padre entonces estoy aquí para preguntar por qué tuviste que separar a dos buenos amigos. Harry, yo nos los separé. Draco, los cambiaste de horario en la escuela, amenazaste a sus profesores y a Albus. ¿Por qué? Harry mira a Draco con cuidado y aparta la mirada. Harry, tengo que proteger a mi hijo. Draco, de Scorpius? Harry, Ben me dijo que sintió una oscuridad alrededor de mi hijo. Cerca de mi hijo. Draco, ¿qué estás suponiendo, Potter? Harry voltea y mira a Draco con una mirada muerta. Harry, ¿estás seguro? ¿Estás realmente seguro que él es tuyo, Draco? Hay un silencio. Draco, retráctate de eso. Ahora mismo. Pero Harry no se retracta entonces Draco saca su varita. Harry, ¿no quieres hacer esto? Draco, sí, sí quiero. Harry, no quiero herirte, Draco. Draco. Qué interesante, porque yo sí quiero herirte. Los dos se enfocan, y lanzan sus varitas. Draco y Harry, espellarmus. Las varitas se repelen y luego las separan. Draco, incarcerus. Harry esquiva una explosión de la varita d e Draco. Harry, tarantayegra. Draco se lanza hacia el otro lado. Has estado practicando Draco. Draco, y tú te has vuelto lento, poter, densaugeo. De Harry apenas se alcanza a salir del camino. Harry, Rictum Sempra. Draco usa una silla para bloquear la explosión. Draco, flipendo. Harry es lanzado girando por el aire, Draco se ríe. Levántate anciano. Harry, tenemos la misma edad Draco. Draco, a mí me queda mejor. Harry, brachadindo. Draco es atado firmemente. Draco, eso es todo lo que tienes? Emancipare. Draco suelta sus ataduras. Levicorpus. Moblicorpus. Oh esto es tan divertido. Draco hace rebotar a Harry arriba y abajo en la mesa, y luego cuando Harry rueda Draco salta a la mesa, él alista su varita, pero cuando lo hace Harry lo golpea con un hechizo. Harry, oscuro. Draco se libera de su ceguera tan pronto como lo golpea. Los dos se cuadran, Harry arroja una silla. Draco se agacha y ralentiza el movimiento de la silla con la varita. Y en I, solo dejé esta habitación hace minutos. Ella mira el desastre en la cocina. Observa las sillas suspendidas en el aire, las señala y las pone de vuelta al piso con su varita. Guión con voz seca, ¿de qué me perdí? Acto 2, escena 14. Hogwarts, escaleras. Scorpius baja con tristeza las escaleras, Delphi aparece. Del otro lado. Delphi, entonces técnicamente yo no debería estar aquí. Scorpius, Delphi? Delphi, de hecho, técnicamente estoy poniendo en peligro nuestra misión entera. La cual no es punto punto punto bueno, no soy una arriesgada natural como sabes, nunca fui a Hogwarts. Bonita seguridad hay aquí, ¿cierto? Y hay tantos retratos, cuadros y pasillos, y fantasmas. Ese casi decapitado, extraño fantasma me dijo dónde podría encontrarte, ¿puedes creer eso? Scorpius, nunca fuiste a Hogwarts. d e l f i estaba indispuesta cuando era niña por algunos años. Otras personas fueron y o n o Scorpius, ¿lo estabas también enferma? Lo siento, no sabía eso. d e l f i no le di importancia a ese hecho prefiero no ser vista como un caso trágico, ¿lo entiendes? En esta conversación con Scorpius, él iba a comentarle algo pero de repente d e l f i volteó al ver un estudiante cabinar cerca. Scorpius trató de verse casual hasta que el estudiante pasó. Signo de interrogación abierta se fueron. Scorpius, d e l f i tal vez es muy peligroso para ti que estés aquí. d e l f i bueno, alguien debe hacer algo al respecto. Scorpius, d e l f i nada de esto funcionó, el gira tiempos, fallamos. d e l f i lo sé. Albus me envió un búho. La historia cambió pero no lo suficiente Cedric de igual manera murió. De hecho fallar la primera prueba solo lo hizo ser más determinado para ganar la segunda. Scorpius. Y Ron y Hermione están totalmente distanciados, y aún no he descubierto el por qué. d e l f h i y por esa razón, Cedric debe esperar. Todo se ha convertido muy confuso, y tienes toda la razón en mantener controlado el gira tiempos, Scorpius pero a lo que me refiero era alguien debe hacer algo acerca de ustedes dos. Scorpius, oh. d e l f h i ustedes son mejores amigos. En cada buho que la envía puedo sentir tu ausencia. Él está destruido por eso. Scorpius, suena como si ya encontró un hombro en que llorar. ¿Cuántos búhos te ha enviado hasta ahora? Delphi sonríes u a v e m e n t e Lo siento. ¿Eso es? No quise decir, yo solo no entiendo lo que sucede. He tratado de verlo, hablarle, pero cada vez que trato él escapa. Delphi, sabes, no tuve un mejor amigo cuando tenía tu edad. Quería uno desesperadamente. Y cuando estaba más joven hasta invente un amigo imaginario pero Scorpius, yo tuve uno de esos también. Lo llamaba Flurry. Nos separamos por las reglas correctas de los g o l s t o n e s Delphi, a l b u s t e necesita, Scorpius. Eso es algo maravilloso. Scorpius, él me necesita para hacer qué? Delphi, eso es, ¿cierto? Eso es la amistad. Tú no sabes lo que necesita. Tú solo sabes que lo necesita. Encuéntralo Scorpius. Ustedes, ustedes se pertenecen. Acto 2, escena 15. Casa de Harry y g i n n y p o t t e r Cocina. Harry y Draco están sentados separados, g i n n y está entre ellos. Draco, lo siento por tu cocina, g i n n y g i n n y oh, no es mi cocina, Harry es el que se encarga la mayoría de veces de cocinar. Draco, no puedo hablar con él tampoco. Con Scorpius, especialmente desde que Astoria no está. No he podido hablar acerca de cómo se siente él al perder a Astoria. Por mucho que lo he intentado, no puedo alcanzarlo. Tú no puedes hablar con Albus, yo no puedo hablar con Scorpius. De eso se trata esto. No es acerca de mi hijo siendo malvado. Porque por mucho que quieras creer las palabras de un centauro arrogante. Tú sabes del poder de la amistad. Harry, Draco, lo que sea que estés pensando. Draco, siempre los envidié sabes tú tenías a Weasley y Greiner. Yo tenía a Yeni, y e n n y Crave y g o y l e Draco, dos torpes que no sabrían ni dónde terminaba el palo de una escoba. Ustedes ustedes tres, ustedes s e r á n brillantes, ¿sabes? Se gustaban el uno al otro, se divertían. Yo envidia ese tipo de amistad más que a nada. Y ni, yo los envidiaba también. Harry m i r ó a Jin sorprendido. Harry, necesito protegerlo. Draco, mi padre pensaba la mayoría de veces que estaba protegiéndome. Pienso que debes tomar una decisión, en cierto punto del hombre que quieres ser. Y te lo digo, en todo ese tiempo necesitas a un padre o a un amigo. Y si has aprendido a odiar a tu padre para ese entonces no tendrás ningún amigo. Entonces te quedas solo, y te sientes solo eso es muy difícil. Yo estaba solo, y me envié a un lugar muy oscuro por mucho tiempo. Tom Riddle también era un niño solitario. Puede que no entiendas eso, Harry, pero yo sí. Y creo que g i n n y lo entiende también. g i n n y él tiene razón. Draco, Tom Riddle no salió de un lugar oscuro. Y aún así se convirtió en g l o b o l Demort. Tal vez la nube oscura. Ese lado oscuro que Eren vio fue la soledad de Albus. Su dolor, su odio. No pierdas al niño, te arrepentirás. Y también lo hará él. Porque te necesita y Scorpius, si lo es o no él lo sabe ahora. Harry mira a Draco, y piensa. g i n n y Harry, irás tú por los polvos flovo yo. Harry mira a su esposa. Acto 2, escena 16. Hogwarts, biblioteca. Scorpius llega a la biblioteca, él mira a la izquierda y derecha, y entonces ve a Albus, y Albus lo mira a él. Scorpius, hola. Albus, Scorpius. No puedo. Scorpius, lo sé. Estás en Gryffindor ahora. No quieres verme en este momento. Pero aquí estoy de todas formas, hablando contigo. Albus, bueno, no puedo hablar entonces. Scorpius, tienes que hacerlo. ¿Crees que s o l o puedes ignorar todo lo que ha sucedido? El mundo se ha vuelto loco, ¿te has dado cuenta? Albus, lo sé, está bien. Ron está extraño, Hermión es una profesora, todo está mal, pero. Scorpius, y Ron ni siquiera existe. Albus, ya lo sé. Mira yo no entiendo todo, pero no puedes estar aquí. Scorpius, por lo que hicimos, Ron ni siquiera pudo nacer. ¿Recuerdas lo que nos dijeron acerca del baile de Navidad en el torneo de los tres magos? Todos los campeones tenían una pareja para de baile. Tu papá con parvati patil, Víctor Crun tomó a punto punto punto. Albus, Hermión, y Ron se puso celoso y se comportó como un imbécil. Scorpius, solo que esta vez no lo hizo. Encontré un libro de Rita Schetter acerca de ellos. Y todo fue bastante diferente. Ron lleva a Hermión al baile. Albus, ¿qué? Signo de exclamación. Polly Chapman, SSHHHH. Es Scorpius mira a Polly y baja la voz. Scorpius. como amigos, y bailaron de una manera amistosa. Y fue agradable, y después él bailó con Padma Patil y fue más agradable, y después de eso comenzaron a salir y él cambió un poco, se casaron y por lo tanto Hermión se convirtió en Albus, una psicópata. Scorpius, se suponía que Hermión tenía que ir al baile con Krum sabes por qué ella no fue con él? Porque ella sospechaba de los dos chicos extraños de Durkstrang, que conoció antes de la primera prueba y que de alguna manera habían hecho desaparecer la varita de Cedric. Ella creyó, que bajo las órdenes de v í c t o r saboteamos la primera prueba de Cedric. Albus, wow. Scorpius, y sin c r u m Ron nunca se puso celoso. Y ese sentimiento de celo será muy importante, y entonces Ron y Ernion quedaron siendo muy buenos amigos pero nunca se enamoraron, nunca se casaron, nunca tuvieron a Rose. Albus, entonces es por esto que papá, e l cambió también. Scorpius, estoy bastante seguro que tu papá es exactamente el mismo. Jefe del cumplimiento de las leyes mágicas, casado con y e i n i tres hijos. Albus, entonces, ¿por qué él está siendo tan una bibliotecaria? e n t r ó por la parte trasera de la habitación. Scorpius, ¿me estás escuchando, Albus? Esto es más importante que tú y tu papá. Las leyes del profesor Croaker, lo más lejos que puede ir un viajero del tiempo sin causar serios daños es de horas, y nosotros fuimos años atrás, los pequeños momentos, los pequeños cambios crean ondulaciones. Y nosotros nosotros hemos creado bastante malas ondulaciones. Row nunca nació por lo que hicimos. Rose. Bibliotecaria, s s h h Albus pensó rápidamente. Albus. o、ok, k volvamos atrás arreglemoslo, traigamos a Cedric y Row de vuelta. Scorpius, punto. Esa es la respuesta equivocada. Albus. Aún tienes el giratiempos, ¿cierto? Nadie lo encontró. Scorpius lo saca de su bolsillo. Scorpius, sí, pero. Albus lo arrebata de sus manos. No. No lo hagas. Albus no entiendes cómo pueden empeorar las cosas. Scorpius trata de alcanzar el gira tiempo si Albus lo empuja, ellos luchan inexpertamente. Albus, las cosas necesitan ser arregladas. Scorpius. Cedric aún necesita ser salvado. Rose necesita volver. Seremos más cuidadosos. Lo que saque Croaker diga. Confía en mí, confía en nosotros. Lo haremos bien esta vez. Scorpius, no. No lo haremos. Devuélvemelo, Albus. Devuélvemelo. Albus, no puedo. Esto es muy importante. Scorpius, sí, es muy importante para nosotros. No somos buenos en estas cosas, todo empeorará. Albus, ¿quién dice que lo empeoraremos? Scorpius, yo lo digo. Porque eso es lo que hacemos. Nos equivocamos, perdemos, somos perdedores. Verdaderamente perdedores. ¿No te has dado cuenta aún de eso? Albus alza la mano y derriba a Scorpius al piso. Albus, bueno, yo no era un perdedor antes de conocerte. Scorpius, Albus, cualquier cosa que quieras probarle a tu papá esta no es la manera. Albus, no tengo que probarle nada a mi papá. Lo hago para salvar a Cedric y a Rose. Y tal vez, sin ti y reteniéndome pueda hacer las cosas apropiadamente. Scorpius, sin mí? Oh pobre Albus Potter. Con ese peso sobre los hombros. Pobre Albus Potter. Qué tristeza. Albus, ¿qué estás diciendo? Scorpius, explotando, trata de vivir mi vida. La gente te mira porque tu papá es el famoso Harry Potter, salvador del mundo mágico. La gente me mira porque cree que mi papá es Voldemort. Voldemort. Albus, no comiences. Scorpius, ¿puedes al menos imaginar q u e es eso? ¿Has tratado? No. Porque no puedes ni ver a dónde termina tu nariz. Porque no puedes ver más allá de las estúpidas cosas entre tú y tu papá. Él siempre será Harry Potter c o m asigno de interrogación abierta lo sabes verdad? Y tú siempre serás su hijo. Y sé que es difícil, y los demás niñas son horribles. Pero debes aprender a estar bien con eso. Porque hay cosas peores, ¿está bien? Golpe. Había un momento sabes, donde estaba emocionado. Cuando hicimos todo lo del tiempo, un momento donde pensé que tal vez mi mamá no se enfermaría. Tal vez mi mamá no estaría muerta. Pero no es así. Volvimos a igual, estaba muerta. Sigo siendo el hijo de Voldemort, sin una madre, dándole apoyo a un chico que ni siquiera me apoya. Lo siento si arruiné tu vida, porque te lo digo, no tendrás ni un solo chance de arruinar la mía, mi vida ya estaba arruinada. Tú simplemente no la hiciste mejor. Porque eres un terrible, el más terrible amigo. Albus digirió esto. Él vio lo que hizo a su amigo. Profesora McGonagall, desde afuera, Albus. Albus Potter. Scorpius Malfoy. ¿Están los dos ahí juntos? Porque se les aconsejó no estar juntos. Albus m i r ó a Scorpius, él saque una manta de su bolso. Albus, necesitamos escondernos. Scorpius, ¿qué? Albus, Scorpius, mírame. Scorpius, esa es la capa de invisibilidad? ¿No es de James? Albus. Si ella nos encuentra, seremos forzados a alejarnos para siempre. Por favor. No lo comprendes. Por favor, punto. Profesora McGonagall desde afuera tratando de darles tiempo. Estoy a punto de entrar. La profesora McGonagall entra a la habitación, con el mapa del merodeador en sus manos. Los chicos desaparecieron bajo la capa. Ella mira alrededor exasperada. Bueno, ¿dónde están ellos? Nunca he querido usar esta cosa y ahora está haciéndome trucos a mí. Ella piensa. Mira el mapa, los identifica y cruza la habitación buscándolos, m u e v e objetos, y pasa al lado de ellos, su falda los rodea. A menos. A menos que esté usando. La capa de su padre. Ella mira el mapa, mira hacia donde están los niños, se sonríe a sí misma. Bueno, si no los vi. No los vi. Ella sale. Los dos se quitan la capa, se sientan en silencio por un momento. Albus, sí, la robe de James. Fue bastante fácil de robar. La combinación de su baúl es la fecha de la primera vez que tuvo una escoba. Encontré la capa de hecho tratando de evadir a los bueyes, matones. e Scorpius asiente. Lo siento acerca de tu mamá. Sé que no hablamos de ella lo suficiente pero espero que sepas que lo siento eso apesta a lo que le sucedió a ella a ti. e Scorpius, gracias. Albus, mi papá dijo dijo que tú eras una nube negra alrededor de mí. Mi papá comenzó a pensar. Y sabía que debía alejarme, y si no lo hacía, papá dijo que él lo haría. Scorpius, ¿tu papá cree que los rumores son ciertos que soy el hijo de Voldemort? Albus, asiente, su departamento está siempre investigando eso. Scorpius, bien. Déjalos. A veces, a veces me encuentro pensando tal vez están en lo cierto ellos también. Albus, no. Ellos no están en lo cierto. Y te digo por qué. Porque no creo que Voldemort sea capaz de tener un hijo amable y tú eres amable Scorpius. Desde las profundidades de tu vientre, hasta las puntas de tus dedos. De verdad creo en Voldemort pero Voldemort no podría tener un hijo como tú. Scorpius se siente conmovido por esto. Scorpius, eso está bien, eso es algo bueno de decir. Albus, y esto es algo de d e b í haberte dicho hace mucho tiempo. De hecho probablemente eres la mejor persona que conozco. Y tú no tú no podrías retenerme. Tú me haces más fuerte y cuando papá nos forzó a alejarnos sin ti. Scorpius, a mí tampoco me gustaba mi vida sin ti. Albus, y sé que siempre voy a ser el hijo de Harry Potter y tendré que sacarme eso de la cabeza y sé que comparado contigo mi vida es muy buena. Realmente, y eso y el hecho de que él y yo somos continuamente comparados y. Scorpius, interrumpiendo, Albus, como disculpas son maravillosas. Pero estás comenzando a hablar más de ti que de mí otra vez, entonces probablemente será mejor que no continúes. Albus sonrió y le extendió la mano. Albus, amigos. Scorpius, siempre. Scorpius extendió la mano, y Albus lo h alo y lo abrazó. Esta es la segunda vez que haces eso. Los chicos se separaron y sonrieron. Albus, pero estoy agradecido de haber tenido esta discusión, porque me dio realmente una buena idea. Scorpius, ¿sobre qué? Albus, tiene que ver con la segunda prueba. Y humillación. Scorpius, ¿aún estás hablando sobre volver en el tiempo? ¿Ya hemos tenido la misma conversación? Albus, tienes razón, somos perdedores. Somos brillantes en perder y por eso deberíamos usar nuestro propio conocimiento aquí. Nuestro propio conocimiento. A los perdedores se les enseña a ser perdedores. Y hay solo una manera de enseñar a un perdedor y la conocemos mejor que nada humillación. Necesitamos humillarlo. Entonces en la segunda prueba eso es lo que haremos. Scorpius reflexiona por un largo tiempo y después sonríe. Scorpius, en realidad esa es una buena estrategia. Albus, lo sé. Scorpius, es decir, es bastante espectacular. Humillar a Cedric para salvar a Cedric. Bastante astuto. Espera y Rose. Albus, eso lo estoy guardando como sorpresa final. Lo puedo hacer sin ti pero te quiero ahí. Porque quiero que hagamos esto juntos. Hacer las cosas bien juntos. ¿Entonces vendrás? Scorpius, pero, espera un minuto la segunda prueba es en el lago, y tú no tienes permitido dejar la escuela en sí. Albus hace una mueca. Albus, sí, sobre eso, necesitamos encontrar el baño de chicas del primer piso. Acto 2, escena 17. Hogwarts, escaleras. Ron está bajando las escaleras, sumido en sus pensamientos. Y luego ve a Hermión y su expresión cambia completamente. Ron, profesora g r e i e r Hermión mira adelante, su corazón latió fuerte, pero ella no lo admitiría. Hermión, Ron, ¿qué estás haciendo aquí? Ron, Panku tuvo un pequeño problema en la clase de pociones. Él estaba aparentando y por supuesto puso la cosa incorrecta con otra cosa que no era y ahora no tiene cejas y un largo bigote, aparentemente no le queda bien. No quería venir pero p a l m a dijo que cuando se trata de crecimientos faciales, los hijos necesitan a sus padres. ¿Has hecho algo en tu pelo? Hermión, solo peinarlo, creo. Ron, bueno. Peinarlo te queda bien. Hermión notó a Ron un poco extraño. Hermión, Ron, ¿podrías parar de mirarme así? Ron, sabes, el hijo de Harry, Albus me dijo el otro día que él pensaba que tú y yo estábamos casados a,、ah, es ridículo, lo sé. Hermión. Bastante ridículo. Ron, hasta pensaba que teníamos una hija. Eso sería extraño, ¿no es cierto? Los dos se miraron a los ojos, Hermión fue la primera en apartar la mirada. Hermión, más que extraño. Ron, exactamente, nosotros somos amigos y eso es todo. Hermión, absolutamente, solo amigos. Ron, solo amigos, palabra graciosa, amigos, no es tan gracioso, solo es una palabra realmente. Amigos, amiga. Amiga graciosa. Tu mi amiga graciosa, mi Hermión. No eso no eso, no es que seas mi Hermión, tú entiendes. No mi Hermión no eres mia tú sabes, pero. Hermión, lo sé. Hay una pausa. Ninguno de los dos se mueve, todo parece muy importante para moverse. Entonces ron tose. Ron, bueno, debo seguir. Sacar a Panju, enseñarle acerca de las artes de cortar el bigote. Él camina y voltea, mira a Hermión. Ella mira atrás y se encuentra en las miradas. Él se apresura otra vez. Tu pelo realmente se te ve muy bien. Acto 2, escena 18. Hogwarts, oficina de la directora. La profesora McGonagall está en el escenario sola. Ella. Mira el mapa, frunce el ceño. Lo apunta con su varita. Sonríe satisfecha de haber tomado una buena decisión. Profesora McGonagall, travesura realizada. Hay un traqueteo. El escenario completo parece vibrar. g i n n y e s la primera en salir de la chimenea, después sale Harry. g i n n y profesora, no puedo decir que alguna vez hagamos una visita digna. Profesora McGonagall, Potter, estás de vuelta. Y parece que finalmente. Has arruinado mi alfombra. Harry, necesito encontrar a mi hijo. Necesitamos. Profesora McGonagall, Harry he considerado esto y he decidido no quiero formar parte de esto. Lo que saque e quieres hacer, yo. Harry, Minerva v i n e aquí en paz, no en guerra. Nunca te debía hablar de esa manera. Profesora McGonagall, solo pienso que no podemos intervenir en una amistad y creo. Harry, necesito disculparme contigo y con Albus, ¿me podrías dar esa oportunidad? Draco llega detrás de ellos con una gran explosión. Profesora McGonagall, Draco? Draco, él necesita ver a su hijo y yo necesito ver al mío. Harry. Como decía Paz no guerra. La profesora McGonagall estudió sus caras. Ella vio la sinceridad que necesitaba en sus miradas. Saca el mapa de su bolsillo, lo abre. Profesora McGonagall, bueno, la paz es algo en que ciertamente sí puedo hacer parte. Ella apunta su varita al mapa. Profesora McGonagall, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. El mapa se revela. Bueno ellos están juntos Draco, en el baño de chicas del primer piso. q u e en la tierra pueden estar haciendo ahí? Acto 2, Escena 19. Hogwarts, baño de chicas. Scorpius y Albus entran al baño de chicas. En el centro. Hay un lavabo largo victoriano. Scorpius, entonces, déjame entenderlo, el plan es hacer el encantamiento en Gorgio. Albus, sí. Scorpius, ese jabón, podrías pasármelo. Scorpius sacó un jabón del lavabo. En Gorgio. Él lanzó una luz de la varita alrededor del salón y el jabón creció hasta veces su tamaño. Scorpius, bien, c o n s i d e r a m e n Gorgio impresionado. Albus, la segunda prueba era la prueba en el lago. Ellos tenían que rescatar algo que les había sido robado, que en este caso era. Scorpius, las personas que querían. Albus, Cedric usó un encantamiento casco burbuja para atravesar el lago. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlo y usar el encantamiento en Gorgio en el momento que él ingresa a la prueba. Ya sabemos que el giratiempos no nos dará mucho tiempo, entonces tenemos que hacerlo rápido, alcanzarlo a hacer el engorgio a su cabeza y verlo flotar fuera del lago, lejos de la prueba, lejos de la competencia. Scorpius, pero aún no me has dicho cómo vamos a entrar al lago. Y de repente un chorro de agua sale del lavabo, y luego sale una muy mojada m i r t e l la llorona. m i r t e l la llorona, uoa.、Wow. Eso se siente muy bien. Nunca solía disfrutar eso. Pero cuando llegas a Mieda, tomas lo que puedas. Scorpius. Por supuesto eres un ajeno Mirtel la Llorona. Mirtel la Llorona se abalanza hacia Scorpius. Mirtel la Llorona, ¿cómo me llamaste? ¿Soy Llorona? ¿Estoy llorando, ahora? ¿Signo de interrogación abierta lo estoy? ¿Lo estoy? Scorpius, no, no quise decir. Mirtel la Llorona, ¿cuál es mi nombre? Scorpius, Mirtel. Mirtel la Llorona, exacto Mirtel, Mirtel Elizabeth Warren un lindo nombre mi nombre no necesito el l o r o n a Scorpius, bueno. Mirtel la llorona. Ella se ríe, ha pasado un tiempo chicos, en mi baño, en mi baño de chicas. Bueno eso no es cierto. Pero en ese entonces, siempre tuve un lado débil para los poter, t y era moderadamente parcial h a c i a m a l f o y también. ¿Ahora en qué les puedo ayudar a ustedes? Albus, tú estabas ahí, Mirtel en el lago. Ellos escribieron sobre ti. Debe haber una manera de salir por las tuberías. Mirtel la llorona. He estado en todas partes. ¿Pero dónde específicamente estás pensando? Albus, en la segunda prueba, el lago de la segunda prueba, en el campeonato de los tres magos, de hace 25 años. Harry y Cedric. Myrtle la llorona. Es una pena que el bonito tenga que morir. No quiero decir que tu padre no fuera bonito, pero Cedric d i g o r y se sorprenderían de a cuántas chicas tuve que oír haciendo encantamientos de amor en este baño para él. Y todos los llantos después de que él murió. Albus. Ayúdanos m i r t e l ayúdanos a ir a ese mismo lago. m i r t e l la Llorona, ¿ustedes creen que los puedo ayudar a viajar en el tiempo? Albus, necesitamos que nos guardes un secreto. m i r t e l la Llorona, me encantan los secretos. No se lo diré ni a un alma. Te lo juro por mi vida, o lo que sea equivalente para los fantasmas, tú sabes. Albus asienta a Scorpius, quien revela el giro a tiempos. Albus, podemos viajar por el tiempo. Tú nos ayudarás a viajar a través de las tuberías, vamos a salvar a Cedric Bigori. Mirtel la llorona, hace una mueca, bueno, eso suena divertido. Albus, y no tenemos tiempo que perder. Mirtel la llorona, por este lavabo llegas directamente al lago. Lo romperás pero esta escuela es demasiado anticuada y puedes hacerlo. Sumérgete y llegarás a través de las tuberías directo hacia el lago. Albus entra al lavabo, sacando su capa, y Scorpius hace lo mismo. Albus le da a Scorpius un follaje verde para ponerlo en el bolso. Albus, algunas son para mí, otras para ti. Scorpius, b r a q u i a l g a s ¿Usaremos b r a q u i a l g a s ¿Para respirar bajo el agua? Albus, justo como lo hizo mi padre, ahora estás listo. Scorpius, recuerda, esta vez no podemos ser atrapados por el tiempo. Albus, haciendo muecas, todo va a salir bien, ¿estás preparado? Albus toma las b r a q u i a l g a s y se sumerge. Scorpius, no, albus albus. Él mira hacia arriba, él y m i r t e l e s t á n solos. m i r t e la llorona, me gustan los chicos valientes. Scorpius, un poco asustado, un poco valiente, entonces estoy listo para lo que sea que venga. Él toma las b r a c t i a l g a s y desaparece también. m i r t l e la llorona se queda sola en el escenario. Hay una pequeña luz y un ruido ensordecedor, y el tiempo se detiene. Los chicos se han ido. Harry llega corriendo y mira con el ceño fruncido, lo siguen Draco, g i n n y y la profesora McGonagall. Harry, Albus. Albus. g i n n y Saido. Ellos encuentran las capas de los chicos en el piso. Profesora McGonagall, mirando el mapa, él desapareció. No él está debajo de Hogwarts, no ahora, desapareció. Draco, ¿cómo está haciendo eso? Myrtle la llorona, él está usando una baratija bonita. Harry. Mirtel. Mirtel la llorona, ops, me atraparon. Y yo estaba tratando de esconderme tanto. Hola Harry, hola Draco, ¿han sido chicos malos otra vez? Harry, qué baratija está usando él. Mirtel la llorona, creo que era un secreto. Pero nunca podría esconderte nada a ti, Harry. ¿Cómo podría hacerlo si siempre te vuelves más y más guapo? Con la edad, y eres más alto ahora. Harry, mi hijo está en peligro. Necesito tu ayuda. ¿Qué están haciendo ellos, Myrtle? Myrtle la llorona, ellos están tratando de salvar a un chico apuesto. Acierto a f e d r i c d i g g o r y Harry se da cuenta inmediatamente de lo que pasa y está horrorizado. Profesora McGonagall, pero c e d r i c d i g g o r y murió hace años. Myrtle la llorona, él estaba bastante confiado de lograrlo, es bastante confiado, Harry, así como tú. Harry, me escuchó hablando con Amos Digori. Él podría tener. El giratiempos del ministerio. No, eso es imposible. Profesora McGonagall, ¿el ministerio tiene un gira tiempos? Pensé que habían sido destruidos. m i r t e la l llorona, ¿todos son tan traviesos? ¿Cierto? Draco, ¿puede alguien por favor explicarme qué está pasando? Harry, Albus y Scorpius no están desapareciendo y apareciendo ellos están viajando en el tiempo. Acto 2, Escena 20. Torneo de los Magos, Lago, 1995. Ludovac Man. Damas y caballeros chicos y chicas les traigo el más grande el fabuloso el inigualable y el único torneo de los tres magos. Si eres de Hogwarts, denme aplausos. Hay varios aplausos. Y ahora Albus y Scorpius están nadando a través del lago. Descendiendo en el agua con gran facilidad. Si son de Durkstrang, denme un aplauso. Hay varios aplausos. Y si son de b e a u x b a t o s denme aplausos. Se escuchan un elegante y delicado aplauso. Los franceses están entrando. Y están afuera. Víctor como un tiburón, por supuesto que lo es, Fleur se ve muy bien, hasta Harry se ve valiente está usando braquialgas, astuto, muy astuto y Cedric bueno, Cedric, que truco, damas y caballeros, Cedric está usando un encantamiento casco burbuja para atravesar el lago. Cedric d i g o r i se lanza al lago con una burbuja en su cabeza. Albus y Scorpius apuntan sus varitas hacia él y disparan un engorjeo a través del agua. Él voltea y los mira. Confundido. Y lo golpea el encantamiento. Y a su alrededor el agua resplandece dorada. Y entonces c e d r i c comienza a crecer, y a crecer y a crecer un poco más é l mira a su alrededor totalmente en pánico. Y los chicos ven como c e d r i c asciende del agua. Pero no, ¿qué es esto? c e d r i c Digori está ascendiendo del lago y parece que está saliendo de la competencia. Oh damas y caballeros ciertamente no tenemos nuestro ganador pero sí tenemos nuestro perdedor. c e d r i c Digori se está convirtiendo en un globo. Y ese globo quiere volar.Volar volar damas y caballeros, vuela fuera de la prueba y fuera del torneo Ion. o esto se vuelve más salvaje, alrededor de c e d r i c explotan fuegos artificiales que dicen, Ron ama a Hermione y al público le encanta. o damas y caballeros la mirada de c e d r i c es como para una foto, es de tragedia. Esa mirada es de humillación, no hay otra palabra para esto. Albus sonría y le da los cinco a Scorpius en el agua. Y Albus apunta hacia arriba y Scorpius asiente, y comienzan a subir. Mientras Federica asciende, la gente comienza a reír y todo cambia. El mundo se pone oscuro, se pone casi negro de hecho. Y hay una luz, un golpe, el giratiempos se detiene y estamos de vuelta al presente. Scorpius sale del agua de un disparo y su cara se ve triunfante. Scorpius, wow. Él mira a su alrededor sorprendido. Signo de interrogación abierta dónde está a l bus. Él sube sus manos en el aire. Lo hicimos. Él espera otro momento. Signo de interrogación abierta Albus. Albus aún no ha salido del agua, Scorpius entra al lago l w h i s c a pero no lo ve, sale y no lo ve, él está entrando en pánico. Mira a su alrededor. Albus.albus.albus.albus.albus.albus. Albus Albus. Y hay un silbido en parcel que viaja a través de la audiencia. Él está regresando, él está regresando. Dolores Umbridge, Scorpius Malfoy, sal del lago. Sal del lago ahora mismo. Ella lo saca del agua. Scorpius, señora necesito ayuda, por favor señora. Dolores Umbridge, señora. Soy la profesora Umbridge, la directora de tu escuela, no soy una señora. Scorpius, tú eres la directora. Pero yo. Dolores Umbridge, soy la directora, y no importa que tan importante sea tu familia, eso no te da una excusa de hacer un desorden. Scorpius, hay un chico en este lado. Tienes que ayudarme. Estoy buscando a mi amigo. Señora directora profesora. Uno de los estudiantes de Hogwarts está ahí, estoy buscando a Albus Potter. Dolores Umbridge, Potter? Albus Potter? No hay tal estudiante. De hecho no existe un Potter en Hogwarts hace años y ese chico no terminó también. Que no descanse en paz. Harry Potter, más bien descansa en total desesperación. Un completo problemático. Scorpius, Harry Potter está muerto? De repente alrededor del auditorio se siente una ventisca. Algunas túnicas negras surgen alrededor de la gente. Las túnicas negras se convierten en siluetas negras, las siluetas son dementores. Los dementores vuelan a través del auditorio, esas siluetas negras tienen fuerzas oscuras, tienen todo lo que hay que temer. Y ellos succionan las almas de la habitación. El viento c o n t i n ú a Esto es el infierno. Y luego desde la parte de atrás de la habitación. Aparece una voz alrededor de todos. Las palabras salen con una reconocida voz. La voz de Voldemort. Harry Potter. La pesadilla de Harry se ha vuelto realidad. Dolores Umbridge, te has tragado algo gracioso aquí, signo de interrogación hasta un sangre sucia, sabe eso. Harry Potter murió hace alrededor de 20 años como parte de ese fallido torneo en la escuela. Él era uno de esos terroristas de Dumbledore que estúpidamente comenzaron la batalla de Hogwarts. No sé qué juego estás tramando, pero estás molestando a los Dementores y estás arruinando el día de Voldemort. Scorpius, el día de Voldemort? Cortamos en negro. Parte 2. Acto 3, Escena 1. Hogwarts, despacho de la directora. Scorpius entra en el despacho de Dolores Umbridge, él está vestido en ropa más negra y más oscura, tiene un rostro pensativo. Él permanece alerta. Dolores Umbridge, Scorpius. Muchas gracias por venir a verme. Scorpius, directora. Dolores Umbridge, Scorpius, he pensado durante mucho tiempo que tienes potencial de líder. Como tú bien sabes. Sangre pura, líder natural, buen atleta. Scorpius, atleta? Dolores u m b r i d g e no necesitas ser modesto Scorpius. Te he visto en el campo de k i d d i c h rara s la sni que no puedas capturar. Eres un estudiante muy valuado, apreciado por el equipo docente. Apreciado especialmente por mí. He hablado positivamente sobre ti en los despachos de Augurey. Nuestro trabajo juntos. Limpiando la escuela de los estudiantes más conflictivos ha hecho de este colegio un lugar más, seguro, puro. Scorpius, ¿lo ha hecho? Hay un sonido de gritos fuera, Scorpius se gira hacia ella, pero cambia de idea, él debe controlarse y lo hará. Dolores Umbridge, pero en estos últimos tres días, desde que te encontré en el lago el día de Voldemort, te has vuelto cada vez más extraño. En particular esa extraña obsesión con Harry Potter. Scorpius, yo no. Dolores Umbridge, preguntando a todo el que puede sobre la batalla de Hogwarts. ¿Cómo murió Potter? Y esa ridícula fascinación con Cedric Gigori. Scorpius. Te hemos chequeado en busca de conjuros y maldiciones, no hay nada que hayamos podido ver, así que me preguntaba si hay algo que pudiera hacer. Guión para recuperarte como solías ser. Scorpius, no, no, considérame de vuelta. Una aberración temporal. Eso es todo. Dolores Umbridge. Así que podemos continuar nuestro trabajo juntos? Scorpius, sí. Podemos. Ella pone su mano en su corazón, y las m u n e r a s Juntas. Dolores Umbridge, por el valor y por Voldemort. Scorpius, tratando de copiarla, por el valor y Voldemort. Acto 3, escena 2. Hogwarts, jardines. Kallienkins, ey. Rey Scorpion. Scorpius echoca los 5, es doloroso, lo soporta. Jan Fredericks, ¿sigue n pie lo de mañana por la noche? Carl Jenkins, ¿por qué estamos listos para jugar con las tripas de a l g u n o s sangres sucias? Polly Chapman, Scorpius. Polly Chapman está de pie en las escaleras, Scorpius se gira a él, sorprendido de escucharle decir su nombre. Scorpius, Polly Chapman? Polly Chapman, ¿podemos cortar esto? Sé que todo el mundo está esperando para saber a quién vas a preguntar por qué. Ya sabes, necesitas preguntárselo a alguien y, me lo han preguntado tres personas y sé que no he sido la única en decir que no a todos. Solo por si, ya sabes, me lo preguntas tú. Scorpius, vale. Polly Chapman, eso sería genial. Si estuvieras interesado. El rumor es, que lo estás. Y yo solo quería dejarlo claro, en este momento punto que yo también estoy interesada. Y eso no es un rumor. Ese es un FH o un hecho. Guión. Scorpius, eso es un, genial, pero guión, ¿de qué estamos hablando? Polichapman, el baile de sangre por supuesto, al que tú, rey Scorpion, me vas a acompañar. El baile de sangre. Scorpius, tu Polichapman, ¿quieres que te lleve a un, baile? Hay sonidos de gritos detrás de él. ¿Qué son esos gritos? Polichapman, sangre sucias, por supuesto. ¿En las mazmorras? Fue tu idea no? ¿Qué está pasando contigo? Oh poter. t Me he llenado los zapatos de sangre de nuevo. Ella se agacha y con cuidado limpia la sangre de sus zapatos. Como i n s i s t e a u g u r e y El futuro es algo que tenemos que crear así que aquí estoy, haciendo un futuro, contigo. Por el valor y Voldemort. Scorpius, sí, por Voldemort, Polly anda hacia adentro, Scorpius agoniza detrás de ella. ¿Qué es ese mundo? ¿Y qué es él en él? Acto 3, escena 3. Ministerio de magia, despacho del jefe. De aplicación de la ley mágica. Draco es inexpresivo de una forma que no habíamos visto. Tiene el olor a poder alrededor de él. Colgando a ambos lados del despacho hay banderas de augura y punto con el pájaro b r a s o n a d o de una manera fantástica. Draco, v i e n es tarde. Scorpius, esta es tu oficina. Draco, v i e n es tarde y no te disculpas. A lo mejor estás determinado a empeorar el problema. Scorpius, eres el jefe de aplicación de ley mágica. Draco, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillarme y mantenerme esperando y después no disculparte por ello? Scorpius, lo siento. Draco, señor. Scorpius, lo siento, señor. Draco, no te tuve para ser poco riguroso, Scorpius. No te tuve para que me humillaras en Hogwarts. Scorpius, humillarte señor. Draco, Harry Potter, haciendo preguntas sobre Harry Potter, entre todas las cosas humillantes. c ó m o has desgraciado el apellido Malfoy. Scorpius, o、oh、no. ¿Eres tú el responsable? No. No. No puedes serlo. Draco, Scorpius. Scorpius, el profeta de hoy, tres magos volando puentes para ver cuántos mucles pueden matar en una sola vez guión, fuiste tú. Draco, sé muy cuidadoso. Scorpius, los campos de muerte de l a s sangre sucia, las torturas, las quemas de vivos de aquellos que se oponen a él. ¿Cuánto de eso es obra? ¿Tuya? m a m á siempre me dijo que eras mejor hombre de lo que yo podía ver, pero es esto lo que realmente eres, ¿no? Un asesino, un torturador, un guion. Draco se levanta y pone a Scorpius con fuerza en la mesa, la violencia es sorprendente y letal. Draco, no uses su nombre en balde Scorpius. No ganes puntos de esa forma. Ella merece algo mejor que eso. Scorpius no dice nada, horrorizado y aterrado. Draco ve esto. Suelta la cabeza de Scorpius. No le gusta hacer daño a su hijo. Y no, esos idiotas cazando mugles, e no es mi forma de actuar, aunque seré yo quien proponga en el augure y sobornar al primer ministro mugle con oro. ¿Realmente dijo tu madre eso sobre mí? Scorpius, ella dijo que no le gustaba mucho al abuelo, que se oponía a la unión, diciendo que era demasiado, amante de los, mugles, demasiado débil, pero que tú la defendiste de él. Ella dijo que fue la cosa más valiente que jamás vio. Draco, ella me hacía ser valiente con facilidad. Tu madre. Scorpius, pero ese era, otro tú. Él mira a su padre, quien lo mira de vuelta con el ceño fruncido. Yo he hecho cosas horribles, tú has hecho cosas peores, ¿en qué nos hemos convertido papá? Draco, no nos hemos convertido en nada, somos simplemente, lo que somos. Scorpius, los Malfoy, la familia en la que siempre puedes confiar para hacer del mundo un lugar más turbio esto afecta a Draco, que mira cuidadosamente a Scorpius. Draco. Ese asunto del colegio, que lo ha inspirado? Scorpius, no quiero ser quien soy. Draco, ¿y qué te ha hecho pensar eso? Scorpius piensa desesperadamente una forma de describir la historia. Scorpius, me he visto a mí mismo de una forma diferente. Draco, ¿sabes lo que más amaba de tu madre? Ella me ayudaba siempre a ver la luz en la oscuridad. Ella hacía el mundo, mi mundo al menos. Menos guión, ¿cuál era la palabra que tú habías usado? Guión turbio. Scorpius, ¿lo hace? Draco estudia a su hijo. Draco, hay más de ella ahí de lo que pensé. Su corazón late. Mira a Scorpius con cuidado. Lo que sea que estés haciendo, hazlo con cuidado. No puedo perderte a ti también. Scorpius, sí. Señor. Draco mira a su hijo una última vez, intentando entender su cabeza. Draco, por el valor y por Voldemort. Scorpius lo mira y sale del despacho. Scorpius, por el valor y por Voldemort. Acto 3, escena 4. Hogwarts, Biblioteca. Scorpius entra en la biblioteca y comienza desesperadamente a buscar entre los libros. e n c u e n t r a un libro de historia. Scorpius, ¿cómo llegó Cedric a ser un mortífago? ¿Qué estoy obviando? Ayúdame a encontrar, luz en la oscuridad. Craig Walker Jr., ¿qué estás haciendo aquí? Scorpius se da la vuelta para descubrir aún más bien desesperado a Craig, con ropa andrajosa hecha jirones. Scorpius. Porque no puedo estar aquí. c r a i g b o u k e r Jr., no está lista todavía. Estoy trabajando tan rápido como puedo, pero el profesor Snape establece tanto sobre ello, y escribí la redacción en dos formas distintas. Quiero decir, no me estoy quejando. Disculpa. Scorpius, empieza de nuevo. Desde el principio. ¿Que no está listo? c r a i g b o u k e r Jr., tus deberes de pociones. Y yo estoy feliz de hacerlos, agradecido incluso. Dice que odias los deberes y los libros, y nunca te defraudaré, tú sabes eso. Scorpius, yo odio los deberes. Craig Walker JR, eres el rey Scorpion, por supuesto que odias los deberes. ¿Qué estás haciendo con historia de la magia? ¿Puedo hacerte esa asignatura también? Pausa, Scorpius mira a Craig un momento y después anda f u e r a Craig sale. Después de un momento Scorpius vuelve con el ceño fruncido. Scorpius, ¿ha dicho Snape? Acto 3. Esfenda 5. Hogwarts, clase de pociones. Scorpius corre dentro de la clase de pociones. Pegando un portazo con la puerta tras de sí. Severus Snape levanta la vista hacia él. Snape, nadie te ha enseñado a tocar, chico. Scorpius mira a Snape, ligeramente sofocado, ligeramente inseguro, ligeramente exaltado. Scorpius, Severus Snape. Es un honor. Snape, profesor Snape estaría bien. A lo mejor puedes moverte como un rey por este colegio malfoy, pero eso no nos hace a todos los demás tus objetos. Scorpius, pero tú eres la respuesta. Snape, qué gran placer para mí. Si tienes algo que decir chico. Entonces por favor, dilo. Si no, cierra la puerta al salir. Scorpius, necesito tu ayuda. Snape, existo para servir. Scorpius, solo que no sé qué tipo de ayuda, necesito. ¿Estás aún infiltrado ahora? ¿Estás aún trabajando secretamente para Dumbledore? Snape 2. s i g n o de interrogación abierta Dumbledore? Dumbledore está muerto, y mi trabajo para él era público, yo enseñaba en esta escuela. Scorpius, no. Eso no es todo lo que hiciste. Tú vigilabas a los mortífagos para él. Tú lo avisaste. Todo el mundo pensó que lo asesinaste, pero se descubrió que lo estabas apoyando. Tú salvaste el mundo. Snape, esas son alegaciones muy peligrosas, chico. Y no pienses que el apellido Malfoy va a prevenirme de aplicarte tu castigo. Scorpius 2. Signo de interrogación abierta: ¿Qué pasa si te digo que hay otro mundo? Guión otro mundo en el que Voldemort fue vencido en la batalla de Hogwarts, en el que Harry Potter y el ejército de Dumbledore venció, ¿cómo te sentirías entonces? Snape, diría que los rumores acerca de Scorpion Malfoy, el rey de Hogwarts perdiendo su cabeza son bien fundados. Scorpius, había un gira tiempo robado. Roba el gira tiempo con Albus. Intentamos traer a c e d r i l d i g o r y de vuelta de la muerte, cuando él estaba muerto. Intentamos detenerle de ganar el torneo de los tres magos. Pero haciendo eso le convertimos en una persona totalmente diferente. Snape, Harry Potter ganó ese torneo de los tres magos. Scorpius, no se suponía que tenía que ganarlo solo. Se suponía que c e d r i l tenía que ganarlo con él. Pero le sacamos del torneo de una manera humillante. Y como resultado de esa humillación se convirtió en un mortífago. No puedo decirte qué es lo que hizo en la batalla de Hogwarts, si es que mató a alguien n o, pero él hizo algo, y eso lo cambió todo. Snape, Cedric Vigori mató solo a un mago, y no a uno relevante Nevie l l Longbottom. Scorpius, oh, por supuesto eso es. El profesor Longbottom tenía que matar a Nagini, la serpiente de Voldemort. Nagini tenía que morir antes de que Voldemort pudiese morir. Eso es. Lo has resuelto. Nosotros destrozamos a Cedric, él mató a Nevie. l l Voldemort ganó la batalla. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver esto? Snape, puedo ver que esto es un juego malfoy. Vete antes de que alerta a tu padre y te ponga en un serio problema. Scorpius piensa y juega su última y desesperada carta. Scorpius, ¿querías a su madre? No lo recuerdo todo. Yo sé que querías a su madre. A la madre de Harry, Lily. Sé que pasaste a ñ o sin filtrado. Yo sé que sin ti la guerra nunca habría sido ganada. ¿Cómo podría saberlo si no hubiera visto el otro mundo? Snape no dice nada, abrumado. Solo lo sabía. Dumbledore, estoy en lo cierto. Y cuando lo perdiste debiste sentirte muy solo. Yo sí que eres un buen hombre. Harry Potter le contó a su hijo que eres un buen hombre. Snape mira a Scorpius sin saber qué pensar. ¿Ese ¿Es eso un truco? Él es bastante serio con lo que puede perder. Snape, Harry Potter está muerto. Scorpius, no en mi mundo. Él dijo que tú eras el hombre más valiente que había conocido. Él sabía, ya sabes, tu secreto, lo que hiciste por d u m b l e d o r e Y te admiraba por eso, terriblemente. Y es por esto que llamó a su hijo, mi mejor amigo, en honor a vosotros dos. Albus Severus Potter. Snape está petrificado, está terriblemente afectado. Por favor, por Lily, por el mundo, ayúdame. Snape piensa y después anda hasta Scorpius, sacando su v a r i t a mientras anda. Scorpius da un paso hacia atrás, asustado. Snape apunta su varita hacia la puerta. Snape, c o y o por tus. Un bloqueador invisible aparece en el lugar, Snape abre una escotilla de la parte de atrás de la clase. Bien, vamos entonces. Scorpius, solo una pregunta, ¿a dónde vamos, exactamente? Snape, hemos tenido que movernos varias veces. Todos los sitios donde nos establecimos fueron destruidos. Esto nos llevará a una habitación oculta en el tejado de cabeza de puerco. Scorpius, ¿vale? ¿Quiénes habéis? Snape, oh, ya verás. Acto 3, escena 6. Habitación campaña. Scorpius está clavado en la mesa, por una excelentemente bien vista Hermión. Su ropa está descolorida, sus ojos echan chispas, está llena de guerra ahora y eso la siente bien. Hermión, haz un solo movimiento y tu cerebro será una rana y tus brazos reglas. Snape. A salvo, él está a salvo, su corazón late. Pero ya sabes tú nunca escuchas. Eras una especie terriblemente aburrida de estudiante y ahora eres una especie terriblemente aburrida de, lo que sea que seas. Hermión, era un estudiante excelente. Snape, eras moderadamente promedio. Él está de nuestro lado. Scorpius, lo estoy, Hermión, Hermión mira a Scorpius, aún muy desconfiada. Hermión, la mayoría de la gente me conoce como Greiner. Y no me creo ni una de las palabras que has dicho, m a f o i Scorpius, es todo mi culpa. Mi culpa. Y la de Albus. Hermión, Albus. Albus d u m b l e d o r e ¿Qué tiene Albus d u m b l e d o r e que ver con esto? Snape, no se refiere a d u m b l e d o r e a lo mejor deberías sentarte. Ron corre adentro, su pelo claveteando. Sus ropas d e s a l i n e a d a s Él luce bastante peor en su pose de rebelde de lo que hace Hermión. Ron. Snape, una visita de la realeza, ve a Scorpio si está inmediatamente alarmado, ¿qué está haciendo aquí? Desenfunda su varita. Estoy armado y, te aviso de una forma enteramente seria, se da cuenta de que tiene la varita cogida por el lado que no es y le da la vuelta. Que seas muy cuidadoso. Snape, él es seguro, Ron. Él mira a Hermión que siente. Ron, gracias a Dumbledore por eso. Acto 3, escena 7. Habitación campaña. Hermión está sentada. Estudiando el gira tiempo, mientras Ron intenta asimilarlo todo. Ron, así que me estás diciendo, que toda la historia depende de. Neville un botón? Eso es bastante fuerte. Hermión, es verdad Ron. Ron, y tú estás segura, ¿por qué? Hermión, lo que sabe acerca de Snape, acerca de todos nosotros, no hay forma de que pudiera. Ron, a lo mejor es un suponedor realmente bueno. Scorpius, no lo soy, ¿podéis ayudar? Ron. Somos los únicos que podemos. El ejército de Dumbledore ha mermado considerablemente, desde la derrota. En conclusión, somos básicamente todo lo que quedamos, pero seguimos luchando. Intentando derribar planes, haciendo lo posible para quitarles sus narices. Greiner es una mujer buscada, yo soy un hombre buscado. Snape, secamente, menos buscado. Hermión, para ser claros, en ese otro mundo, el que mencionaste antes, Scorpius. Voldemort está muerto. Asesinado en la batalla de Hogwarts. Harry es el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Tú eres ministra de magia. Hermión para, sorprendida con esto, ella mira arriba con una sonrisa. Hermión, soy ministra de magia? Ron, esperando para unirse a la diversión, brillante y, ¿qué hago yo? Scorpius, tú llevas la tienda de sortilegios Wesley. Ron, ella es ministra de magia, y yo llevo una tienda de bromas? Scorpius. Mira la cara dolida de Ron. Scorpius, estás más enfocado en criar bien a los niños. Ron, genial, espero que su madre sea caliente. Scorpius, tartamudeando, bien. Um. Depende lo que tú consideres. La cosa es que, vosotros dos, tenéis hijos, juntos. Una hija y un hijo. Los dos se miran atónitos. Casados. Enamorados. Todo. Estuvisteis en Sock h en la otra dimensión también. Cuando tú eras la profesora de defensa contra las artes oscuras y Ron estaba casado con Padma. Estáis constantemente sorprendidos por ello. Hermión y Ron se miran mutuamente, y después miran hacia otro lado. Y después Ron la mira de nuevo, Ron aclara su garganta repetidamente, con menos convicción cada vez. Hermión, cierra la boca cuando me estés mirando, Wesley. Ron lo hace, acordándose de algo de repente. Y, Snape, ¿A qué se dedica Snape en el otro mundo? Snape, estoy muerto, presuntamente. Él mira a Scorpius, la cara de Scorpius se moja, Snape sonríe ligeramente. Estabas un poco demasiado sorprendido de verme, ¿cómo? Scorpius, valientemente. Snape, ¿quién? Scorpius, Voldemort. Snape, qué irritante. Hay un silencio y Snape digiere esto. Aún así, algo de gloria en ser asesinado por el mismísimo olor tenebroso, supongo. Guión. Hermión, lo siento, Severus. Snape la mira, y luego oculta su dolor, él señala a Ron con un movimiento de su cabeza bien, por lo menos no estoy casado con él. Hermión, ¿qué hechizos usasteis? Scorpius, Expelliarmus en la primera prueba y a n g o r d i o en la segunda. Ron, simples hechizos han debido de usarlos los dos correctamente. Snape, ¿y después os fuisteis? Scorpius, el g i r a t e m p o nos trajo de vuelta, sí. Esa es la cosa. Este gira tiempo, solo tienes 5 minutos en el pasado. Hermión, y todavía puedes moverte solo en el tiempo, pero no en el espacio. Scorpius, sí. Eso es, uh, viajas atrás en el mismo sitio en el que estás Hermión, interesante. Snape y Hermión, saben ambos lo que esto significa. Snape, entonces somos solo yo y el chico. Hermión, no te ofendas Snape, pero no le voy a confiar esto a nadie. Es demasiado importante. Snape, Hermión, eres la rebelde más buscada en el mundo mágico. Hacer esto requiere que salgas fuera. ¿Cuándo fue la última vez que saliste fuera? Hermión, mucho tiempo, pero. Snape, si eres encontrada fuera, los dementores te besarán, ellos aspirarán toda tu alma. Hermión, Severus, acabe con esto de vivir fuera de los problemas, estando fuera del alcance de los disparos, esta es nuestra oportunidad de restaurar el mundo. Ella a s i e n t e a Ron, que despliega un mapa. La primera prueba del torneo de los tres magos, tuvo lugar en los límites del bosque prohibido. Volveremos en el tiempo ahí, al torneo bloquearemos el hechizo y volveremos a salvo. Con precisión esto puede ser hecho y no r e q u e r i r á que enseñemos nuestras caras en ningún momento mientras estemos fuera. Después volveremos en el tiempo de nuevo al lago, y revertiremos el segundo hechizo. Snape, lo estás arriesgando todo. Hermión, lo haremos bien, Harry está vivo, Voldemort está muerto y el auguris habrá ido. Para eso ningún riesgo es demasiado grande. Aunque siento que esto nos vaya a costar a ti. Snape, algunas veces los costes están hechos para asumirlos los dos se miran mutuamente, Snape asiente, Hermione asiente de vuelta. ¿No acabo de citar a Albus a Dumbledore? ¿Verdad que no? Hermione, con una sonrisa, no, estoy completamente segura de que eso fue puramente severus Snape y a se da la vuelta hacia Scorpius, le señala el gira tiempo mal f o y y Scorpius le lleva el gira tiempo. Ella lo sonríe.excitada de usar un gira tiempo de nuevo. Excitada de usarlo para esto. Esperemos que esto funcione y a coge el gira tiempo, este comienza a vibrar, y entonces empieza a hacer una tormenta de movimientos. Y entonces hay un gigantesco foco de luz. Un estrepitoso sonido. Y el tiempo se para y luego empieza a ir hacia atrás, piensa un poco y empieza a poner en cola hacia atrás, despacio al principio. Hay un bang y un flásico un último bang desaparecen. Acto 3, escena 8. Límites del bosque prohibido año 1994. Y vemos la escena de la parte 1 de nuevo, pero en la parte de atrás del escenario en lugar de en la delantera, vemos a Albus y a al Scorpius en sus uniformes de Durmstrang. Y entre tanto escuchamos al brillante, de nuevo según él. l u d o b a g Man, Scorpius, Hermión, Ron y Snape miran ansiosamente. l u d o b a g Man, y Federico Grigori entran en el escenario, se ve listo. Asustado pero listo. Esquiva eso, esquiva eso también. Las chicas gritan mientras él intenta cubrirse. Ellas lloran como una, no hagas daño a nuestro d i g o r y señor dragón. Y Cedric esquiva a la izquierda y va hacia la derecha y tiene lista su varita. Snape, nos está costando demasiado, el gira tiempo está silbando. l u d o b a g m a n que estará planeando este joven, valiente y apuesto mago ahora mientras Albus intenta quitarle la varita a Cedric, Hermión bloquea su hechizo. Él mira a su varita, desconsolado, inseguro acerca de por qué no ha funcionado. Y después el gira tiempo s i l v a y ellos lo miran en pánico mientras se ponen dentro de él. Un perro, ha transformado la piedra en un perro. Sabueso c e d r i c d i g g o r y eres increíble. Acto 3, escena 9. Borde del bosque prohibido. Han sido devueltos por el tiempo, al límite del bosque prohibido y Ron está en un inmenso dolor. Snape mira alrededor, inmediatamente consciente del lo en el que están metidos. Ron, oh, oh, oh. Hermión, Ron, Ron. ¿qué te ha hecho snape o、oh、no lo sabía s c o r p i u s el gira tiempo le hizo algo a albus a también la primera vez que volvimos del pasado ron q u é útil el momento o、oh, que has elegido para decirlo hermión ron todavía puedes andar vamos ron se levanta gritando de dolor snape desenfunda su varita s c o r p i u s funcionó hermión bloqueamos el hechizo cedric mantuvo su varita si、sí. funcionó Snape, pero volvimos al lugar equivocado estamos fuera. Tú estás fuera. Ron, necesitamos usar el gira tiempo de nuevo, salí de aquí. Snape, necesitamos encontrar refugio, estamos terriblemente expuestos. De repente d e alrededor del auditorio, la sensación de respiración tan fría como el hielo. Algunas túnicas negras salen entre la gente. Túnicas negras que se vuelven sombras negras. Que se vuelen de mentores. Hermión, demasiado tarde. Snape, esto es un desastre. Hermión, se da cuenta de lo que tiene que hacer. Ellos están detrás mío, no de ninguno de vosotros. Ron te quiero y lo he hecho siempre. Pero los tres necesitáis correr. Vamos. Ahora. Ron, ¿qué? Scorpius, ¿qué? Ron, ¿podemos hablar de eso del amor primero? Hermión, este es todavía e l mundo de Voldemort. Y yo estoy hecha esto. Cambiando la última prueba cambiará todo. Scorpius, pero ellos te besarán, aspirarán toda tu alma. Hermión, y después vosotros cambiaréis el pasado. Y entonces ellos no lo harán. Iros. Ahora. Los dementores los sienten. Gritando desde todos los puntos descienden. Snape, vamos. Nos vamos. Él coge del brazo a Scorpius. Scorpius reticente se va con él. Hermión mira a Ron. Hermión, se supone que tienes que irte también. Ron, bien. Ellos están tras de mí un poco también. Y yo realmente estoy en el centro de un montón de dolor. Y, bueno y sabes. Podría estar en lugar tuyo aquí. Expecto en el momento que empieza a decir el hechizo. Hermión detiene su brazo. Hermión se posa justo enfrente de Scorpius. Snape, piensa en otra cosa Scorpius, ocupa tus pensamientos. Scorpius, me siento frío, no puedo ver. Hay un agujero dentro de mí, alrededor de mí. Snape, tú eres un rey. Y yo soy un profesor. Ellos solo atacan con una buena razón. Piensa acerca de quienes amas. Piensa por qué estás haciendo esto. Scorpius, puedo escuchar a mi madre. Quiere que yo, yo, le ayude pero sabe que no puedo, ayudarla. Snape, escúchame Scorpius. Piensa en Albus. Estás entregando tu reino por Albus. ¿Cierto? Scorpius está impotente. El ser consumido por los dementores le hace sentir. Snape, una persona. Todo lo que importe es una persona. No pude salar a Harry por Lily. Así que ahora estoy dando mi integridad por la causa en la que él creía. Y es posible, que durante el camino punto haya empezado a creer en mí mismo. Scorpius solvió a Snape. Él anda con decisión esquivando al dementor. Scorpius, el mundo cambia y nosotros cambiamos con él. Yo soy mejor en este mundo, pero el mundo no es mejor. Y yo no quiero eso. De repente dolores u m brije emergen frente de ellos. Dolores u m b r i g e profesor Snape. Snape, profesora u m b r i g e Dolores u m b r i g e ¿has escuchado las noticias? Hemos capturado a esa traidora Hermión Greiner. Estaba justo ahí fuera. Snape, eso es, fantástico. Dolores mira inquisidoramente a Snape, él le mira de vuelta. Dolores u m b r i g e contigo, Greiner estaba contigo. Snape, ¿conmigo? Estás equivocada. Dolores Umbrije, contigo y con Scorpius Malfoy, el estudiante sobre el que estaba preocupada. Scorpius, bien. Dos puntos vamos a mantenerlo aquí, y a darle al chico la mejor oportunidad que podamos. Ron la mira y luego asiente tristemente. Hermión, una hija. Ron, y un hijo, me gusta esa idea también. e l mira alrededor. e l sabe que es el final estoy asustado. Hermión, besame. Ron piensa y luego lo hace. Y los dos son llevados aparte. Y vemos como una sombra blanca sale de sus cuerpos. Ellos tienen su alma aspirada por los dementores. Y este horrorífico Scorpius lo mira, impotente. Snape, vamos a bajar al agua. Anda. No corras. Snape mira a Scorpius. Mantente tranquilo Scorpius, ellos pueden ser ciegos, pero sienten tu miedo. Scorpius mira a Snape. Scorpius, ellos acaban de aspirar su alma. Un dementor baja de repente. Y... Snape, dolores. Vamos tarde a clase, así que si nos disculpas. Dolores u m b r i g e si vas tarde a clase, ¿por qué no estáis regresando a la escuela? ¿Por qué estáis aproximándoos al lago? Hay un momento de puro silencio. Y entonces Snape hace algo realmente inusual, sonríe. Snape, ¿cuánto tiempo llevas sospechando? Dolores u m b r i g e emerge de la hierba, abre sus brazos con fiereza, llena de magia oscura. Ella saca su varita. Dolores u m b r i g e años. Y debería haber actuado al respecto mucho antes. Snape es más rápido con su varita. Snape, de pulso. Dolores es lanzada al final del escenario por los aires. Siempre fue demasiado presuntuosa para su propio bien. No va a cambiar ahora. El cielo se vuelve aún más oscuro alrededor de ellos. Expeto Patronum. Snape lanza un Patronus, y es una hermosa Fervatía blanca. Scorpius, una Fervatía, el Patronus de Lily. Snape, extraño, no es así? Eso viene de dentro. Los dementores empiezan a aparecer alrededor de ellos. Snape sabe lo que eso significa. Necesitas correr, les mantendré lejos todo el tiempo que pueda. Scorpius, muchas gracias por ser mi luz en la oscuridad. Snape le mira, sintiéndose un héroe, le sonríe tiernamente. Snape, dile a Albus a Albus Severus que estoy orgulloso de que lleve mi nombre. Vete ahora. Vete. La cerbatilla mira de vuelta a Scorpius y después empieza a correr. Scorpius piensa y echa a correr detrás de la cerbatilla, y alrededor de ellos el mundo devuelve más oscuro. Un grito sangriento suena en un lado, él ve el lago y se lanza dentro. Snape se prepara a sí mismo. Snape se pega a la hierba y después siente cómo asciende mientras su alma es aspirada. Y entonces sus gritos se multiplican. La cerbatilla se gira hacia él con hermosos ojos y entonces desaparece. Hay un bang y un flash. Y luego silencio. Y luego aún más. Silencio hay demasiado silencio, hay demasiada paz, todo está demasiado tranquilo. Entonces Scorpius asciende a la superficie. Respirando profundamente. Mira alrededor de sí mismo. Respirando hondo, con pánico. Mira arriba al cielo, el cielo se ve, más azul que antes y luego Albus asciende con él. Hay un silencio, Scorpius solo mira a Albus, con incredulidad, los dos chicos respiran. Albus, wow. Scorpius, Albus. Albus, eso estuvo cerca. ¿Viste esa sirena? El chico con, y luego esa cosa con guión wow. Scorpius, eres tú. Albus, fue extraño, vi a c e d r i d comenzar a inflarse pero luego comenzó a desinflarse de nuevo y te mire y tenías tu varita f u e r a Scorpius, no tienes idea de lo bueno que es verte de nuevo. Albus, pero si me has visto hace solo dos minutos Scorpius a b r a z a a Albus en el agua, una tarea difícil. e Scorpius, muchas cosas han pasado desde entonces. Albus, con cuidado, me estás hundiendo, o q u l l e v a s puesto? e Scorpius, s q u l l e v o puesto? Se quita su abrigo, o q u l l e v a s tu puesto? Sí. Estás en Slittering. Albus, ¿ha funcionado? ¿Hemos conseguido algo? e Scorpius, no, y es genial. Albus lo mira con incredulidad. Albus, ¿qué? Hemos fallado. Scorpius, sí sí es maravilloso el salpica fuertemente en el agua Albus se pone a sí mismo fuera del chorro. Albus, Scorpius, ¿has estado comiendo demasiados dulces de nuevo? Scorpius, ahí estás, ¿lo ves? Ese h u m orseco y tu Albus ha muesto. Albus, ahora empiezo a estar preocupado. Harry entra y corre al extremo del lago, seguido por un rápido draco, por g i n n y y la profesora. McGonagall. Harry, Albus. Albus. ¿Estás bien? Scorpius, extasiado, Harry. Es Harry Potter. Y y i n n y y la profesora McGonagall, y mi padre. Hola papa. Draco, hola Scorpius. Albus, estáis todos aquí. g i n n y y m i r t l nos lo ha contado todo. Albus, ¿qué ha pasado? Profesora McGonagall, vosotros sois los que acabáis de viajar en el tiempo, ¿por qué no nos lo contáis vosotros? Scorpius inmediatamente registra lo que todos saben. Scorpius. Oh no. Oh por Dios, ¿dónde está? Albus, ¿que hemos vuelto de dónde? Scorpius, lo he perdido. He perdido el gira tiempo. Albus, mirando a Scorpius muy confuso, ¿que has perdido qué? Harry, tiempo de cortar con tu actuación Albus. Profesora McGonagall, creo que tenéis algunas cosas que explicar. Acto 3, Escena 10. Draco, g i n n y y Harry están detrás de Albus y Scorpius que se miran mutuamente. La profesora McGonagall está furiosa. Profesora McGonagall, invadisteis y robasteis en el misterio de magia, os tomasteis por vosotros mismos la decisión de cambiar el tiempo, hicisteis desaparecer dos personas. Albus, concuerdo en que no suena bien. Profesora McGonagall, y vuestra respuesta ante la desaparición Hugo y Rose Wesley, decidisteis viajar en el tiempo de nuevo y esta vez, en lugar de perder a dos personas, perdéis a un puñado de gente y matáis a tu padre. Y haciendo esto resucitáis al mago más tenebroso que el mundo ha conocido nunca y restauráis una nueva era de magia oscura, secamente, estás en lo correcto Mr. Potter, no suena nada bien, sois conscientes de lo estúpidos que habéis sido? Scorpius, sí profesora. Albus tibutea un momento, mira a Harry. Albus, sí. Harry, profesora, si yo pudiera. Profesora McGonagall, sí pero no puedes. Lo que decidáis hacer como padres es vuestra decisión. Pero esta es mi escuela, y estos son mis alumnos, y yo voy a decidir qué castigo v a n a tener. Draco, parece justo. Profesora McGonagall, debería expulsaros pero, mirando a Harry, considerándolo todo, creo que será más seguro para vosotros permanecer en mi cuidado. Estáis castigados por, bueno podéis c o n s i d e r a d o s castigados por el resto del año. Las navidades están canceladas para vosotros. Podéis olvidaros de volver a visitaros me a d e de nuevo. Y esto es solo el comienzo. De repente Hermión se aparece ahí. Es toda acción y decisión. Hermión, q u é me he perdido. Profesora McGonagall, cabreada, es considerado de buena educación tocar a la puerta cuando se entra en un cuarto Hermión Greiner, a lo mejor has olvidado eso. Hermión, se da cuenta de que ha pasado de la línea, a. h Profesora McGonagall, si pudiera te castigaría a ti también, ministra. Mantener oculto un gira tiempo, entre todas las cosas estúpidas. Hermión, en mi defensa. Profesora McGonagall, y en la cubierta de un libro. Lo mantuviste en la cubierta de un libro. Es casi de risa. Hermión, Minerva, hay una respiración no tomada, profesora McGonagall, profesora McGonagall, tus hijos no existían. Hermión no tenía respuesta para eso. Esto pasó en mi escuela, bajo mi vigilancia. Después de todo lo que d u m b l e d o r e hizo, no podría vivir conmigo misma. Hermión, lo sé. La profesora McGonagall se compone por un momento. Profesora McGonagall, hacia Albus y Scorpius, vuestra decisión de salvar a c e d r i c era honorable, aunque equivocada. Y suena como si hubierais sido valientes, Scorpius y tú, Albus, pero la lección que a veces ni tu padre entiende, es que la valentía no aplaca la estupidez. Siempre piensa. Piensa en las posibilidades. Un mundo controlado por Voldemort es guión Scorpius, un mundo horrible. Profesora McGonagall, eres muy joven, mira a Harry, Draco, g i n n y y Hermion. Sois todos demasiado jóvenes. No sabéis cómo de oscuro devolvió el mundo con la guerra mágica. Vosotros habéis sido, temerarios, con el mundo que algunas personas, algunos amigos muy queridos, yo y vuestros, se sacrificaron para crear y mantener. Albus, s i profesora. Scorpius, s i profesora. Profesora McGonagall, vamos, fuera. Todos vosotros. Y encontrarme ese g i r a tiempo. Acto 3, Escena 11. Albus está sentado en su cuarto Harry entra y mira a su hijo, lleno de ira, pero con cuidado de no dejarla salir. Harry, gracias por dejarme pasar. Albus se gira, asienta a su padre, él también está teniendo cuidado. No ha habido suerte, todavía, con la búsqueda del g i r a tiempo. Están negociando con la gente del agua, para drenar el lago. Él se sienta, de forma incómoda. Es una habitación muy acogedora. Albus, el verde es un color relajante, ¿no es así? Quiero decir, las habitaciones de Cricindor son muy buenas y bonitas, pero el problema con el rojo es que dicen que te provoca un poco de mal humor, no es como si estuviera criticando la colada. Harry, ¿puedes explicarme por qué trataste de hacer eso? Albus, pensé que podría cambiar las cosas, pensé que c e d r i c es injusto. Harry, por supuesto que es injusto, Albus, ¿piensas que no es eso? Yo estaba ahí. Le vi morir. Pero hacer eso. Ponerlo en riesgo todo. Albus. Lo sé. Harry, fallando en contener su cabreo, si estabas intentado hacer lo que yo hice, fuiste por el mal camino. No fui voluntario para la aventura, fui forzada dentro de ella. Hiciste algo realmente estúpido, algo realmente estúpido y peligroso, algo que podría haberlo destruido todo. Albus, ya lo sé. Vale, ya lo sé. Pausa, Albus deja salir una lágrima. Harry nota esto y toma un aliento. Se pone a sí mismo de vuelta del borde. Guión. Harry. Bien, yo estaba equivocado también, en pensar que Scorpius era el hijo de Voldemort. Él no era la nube negra. Albus, no. Harry, y escondido el mapa. No volverás a verlo. Tu madre ha dejado el cuarto exactamente como estaba cuando escapaste, ¿sabías eso? No me dejaba entrar, no dejaba a nadie entrar, realmente la asustaste. ¿Y a mí? Albus, ¿realmente te asusté? Harry, sí. Albus, pensé que Harry Potter no se asustaba, con nada. Harry, ¿es así como te hago sentir? Albus mira a su padre, intentando pensar en él de otra forma. Albus, no creo que Scorpius lo dijera, pero cuando volvimos de intentar arreglar la primera prueba, estaba de repente en Gryffindor, nada era mejor entre nosotros tampoco, el hecho es que yo estoy en s l y t h e r i n esa no es la razón de nuestros problemas. No es solo acerca de eso. Harry, no, ya lo sé. No es solo por eso. Harry mira a Albus. ¿Estás bien, Albus? Albus. No. Harry, no. Yo tampoco. Acto 3, escena 12. Sueño, cementerio de Godric's Hoyou. El joven Harry está de pie mirando una tumba cubierta de ramos de flores. Tiene un pequeño ramo de flores en sus manos. Tía Petunia, vamos entonces, deja ese ramillete de flores grotescas y vámonos. Odio esta pequeña y su f e m i l l a No sé por qué tuve el pensamiento tan siquiera Godrico yo, de hecho parece un agujero, este sitio es claramente una colmena de s u c i e d a d v á m o n o s un 2, un 2. El joven Harry se enfoca en la tumba. Se queda de pie un momento más. Ahora Harry, no tengo tiempo para esto. Dudy tiene una reunión de amigos hoy y sabes que odia llegar tarde. Joven Harry, tía p e t u n i a somos sus últimos parientes vivos, ¿cierto? Tía p e t u n i a sí, tú y yo. Sí. Joven Harry. ¿Y ellos, no eran populares? Dijiste que no tenían ningún amigo. Tía Petunia, Lily lo i n t e n t ó punto bendita ella, lo intentó, no era su culpa pero ella repelía a la gente, por su naturaleza. Era su intensidad, eran sus, formas, era su, camino. ¿Y tu padre qué hombre tan desagradable, extraordinariamente desagradable? Ningún amigo. Ninguno de ellos. Joven Harry, mi pregunta es, ¿por qué hay aquí tantas flores? ¿Por qué están todas estas flores sobre su tumba? La tía Petunia mira alrededor, mira todas las flores por primera vez y esto la remueve profundamente. Ella se enfoca y se sienta al lado de la tumba de su hermana, tratando de luchar con las emociones que le vienen pero sucumbiendo a ellas al mismo tiempo. Tía Petunia, oh. Sí. Bien, supongo que hay algunos. Han debido de volar de otras tumbas. O alguien gastando una broma. Sí, pienso que eso es lo más. Probable, algún joven desempleado con demasiado tiempo libre, ha ido recolectando flores de todas las demás tumbas y las ha puesto aquí. Joven Harry, pero están todas marcadas con sus nombres. l i l y e James, lo que hicisteis, no será nunca olvidado. l i l y e James, vuestro sacrificio. Voldemort, vuelo a culpa, hay mucha culpa en el aire. Tía Petunia, al joven Harry, vete, sal de aquí. Ella le pone a él de espaldas. La mano de Voldemort sale del aire a través de la tumba de los Potter, el resto del é se eleva después. No vemos su cara pero su cuerpo p r o p o r c i o n en entera. Un horrible temblor. Lo sabía, este lugar es peligroso, cuando antes abandonemos Godric soy yo mejor. El joven Harry es empujado fuera del escenario, pero se da la vuelta para verle la cara a Voldemort. Voldemort, ¿todavía ves mis ojos Harry Potter? El joven Harry sale disturbado mientras Albus sale de la capa de Voldemort. Él alza la mano desesperadamente hacia su padre. Albus, papá. Papá. Hay algunas palabras habladas en Parcel. Él viene, está viniendo, está viniendo. Y luego un grito. Y después desde el final del auditorio y gritando alrededor de todo el mundo. Unas palabras dichas con una voz inequívoca. La voz de Voldemort. Harry Potter. Acto 3, escena 13. La casa de Harry y Ginny Potter, cocina. Harry está en unas condiciones terribles. Petrizizado por lo que cree que los sueños le están diciendo. g i n n y h a r r y h a r r y q u é pasa? Estabas gritando. Harry, no han parado, los sueños. g i n n y no era probable que pararan inmediatamente. Ha sido un tiempo estresante. Harry, pero yo no estuve nunca en Godico y o g o n Petunia. Eso no tiene. g i n n y Harry, me estás asustando. Harry, él está todavía aquí. g i n i Yini, ¿quién está todavía aquí? Harry. Voldemort. Vi a Voldemort y a Albus. g i n n y y Albus. Harry, él dijo, Voldemort dijo, h u e l o a culpabilidad, hay culpabilidad en el aire estaba hablándome a mí. Harry la mira, se toca la cicatriz, la cara de ella cae. g i n n y Harry, ¿está Albus aún en peligro? La cara de Harry se vuelve blanca. Harry, creo que todos lo estamos. Acto 3, escena 14. Scorpius se inclina minuciosamente sobre el cabecero de la cama de Albus. Scorpius, Albus. S.S.T. Albus. Albus no se levanta. Albus. Albus se levanta de golpe, Scorpius se ríe. Albus, placentero. Esta es una forma placentera y para nada violenta de levantar a alguien. Scorpius, ya sabes es de lo más extraño pero incluso en el lugar más terrible que puedas imaginar. Soy bastante bueno con las bromas. Yo soy. Scorpius el intrépido. Yo soy, mal f o y el despreocupado. Albus, bien. Scorpius, quiero decir normalmente, estar encerrado, estar en detención constante. Me habría roto pero ahora guión, ¿qué es lo peor que pueden hacernos? ¿Traer de vuelta a v o l d y el mugroso y hacerle tortúparme? No. p e Albus, ¿das miedo cuando estás de buen humor, sabías eso? Scorpius, cuando Row vino a mí hoy en clase de pociones y me llamo cabeza de pan, casi la abrazo. No, no hay un casi en eso. De hecho trate de abrazarla, y después ella me pateó la espinilla. Albus, no estoy seguro de que ser intrépido vaya a ser bueno para tu salud. Scorpius m i r a Albus, a su cara se vuelve más contemplativa. Scorpius, no sabes lo bueno que es estar de vuelta aquí, Albus. Odie lo otro. Albus, e x i t o a Polly Chapman besando el camino que andabas. Scorpius, Cedric era totalmente otra persona, oscuro, peligroso. mi padre, haciendo lo que fuera que quisiera. ¿Y yo? Descubrí otro Scorpius, ¿sabes? Totalmente cabreado, cruel, la gente estaba asustada de mí. Sé. Se. Sentía como si todos hubiéramos sido probados y todos hubiésemos fallado. Albus, pero cambiaste las cosas. Tuviste una oportunidad y cambiaste el tiempo de nuevo. Te cambiaste a ti de nuevo. Scorpius, solo porque sabía quién debería ser. Albus d i g e r e eso. Albus. ¿Piensas que yo también he sido probado? Lo he sido y he fallado, ¿no es así? Scorpius, no. No aún. Albus, estás equivocado. La estupidez no fue ir hacia atrás una vez, todo el mundo puede cometer ese error. La cosa estúpida fue ser lo suficientemente arrogantes, como para viajar al pasado por una segunda vez. Scorpius, los dos fuimos hacia atrás, Albus. Albus, ¿y por qué estaba tan determinado a hacer esto? Cedric. ¿De verdad? No. Tenía algo que probar. Mi papa tiene razón, él no se presentó voluntario para la aventura. Yo, esto es todo mi culpa, y si no fuera por ti, todo se habría vuelto negro. Scorpius, pero no lo hizo. Y tú tienes en eso tanta responsabilidad como yo. Cuando los dementores estaban, dentro de mi cabeza, Severus Snape me dijo que pensara en ti. A lo mejor no estuviste ahí, Albus, pero tú luchaste. Luchaste a mi lado. Albus asiente, tocado por esto. Y salvando a c e d r i d esa fue una mala idea. Pero no en mi cabeza de todas formas, aunque, ya sabes. Que definitivamente no podemos volver a intentarlo. Albus, sí, ya. Entiendo eso. Scorpius, genial. Entonces puedes ayudarme a destruir esto. Scorpius revela el giratiempo a Albus. Albus, estoy bastante seguro de que le dijiste a todo el mundo, que estaba en el fondo del lago. Scorpius parece ser que mal f o y el d e s e o c u p a d o es un buen mentiroso. Albus. Scorpius deberíamos contarle a alguien acerca de esto. Scorpius, ¿a quién? El ministerio ya lo guardó antes, ¿realmente confías en ello para no hacerlo de nuevo? Solo tú y yo hemos experimentado cómo de peligroso es, lo que significa que tú lo tenemos que destruirlo. Nadie puede hacer lo que nosotros hicimos, Albus. Nadie. No, tiembla, es tiempo de que este giratiempo se convierta en algo del pasado. Albus, ¿estás muy orgulloso de esa frase? ¿A qué sí? Scorpius, la he estado pensando todo el día. Acto 3, escena 15. Hogwarts, dormitorio de Slaferin. Harry y Jin se mueven velozmente a través del dormitorio y c r a i g b u n k e r j r camina tras ellos. c r a i g b u n k e r j r ¿puedo repetirlo de nuevo? Esto va en contra de las normas, y estamos en mitad de la noche. Harry, necesito encontrar a mi hijo. c r a i g b u n k e r j r sé quién eres, M.R. Potter. Pero incluso tú tienes que entender que va en contra de las normas del colegio que padres o profesores entrenen a las habitaciones de las casas sin permiso expreso de. La profesora McGonagall aparece tras ellos. Profesora McGonagall, por favor no seas cansino, Craig. Harry, ¿recibiste nuestro mensaje? Genial. Craig b o n k e r j r Ensock, h profesora. Yo, yo estaba solo. Harry de un tirón abre las cortinas de la cama. Profesora McGonagall, ¿se ha ido? Harry, sí. Profesora McGonagall, ¿y el joven mal f o y g i n n y de un tirón abre otra cama. g i n n y o no. Profesora McGonagall, entonces, registremos esta escuela de arriba a abajo. Craig, tenemos trabajo que hacer Harry y g i n n y se mantienen mirando la cama. g i n n y n o hemos estado aquí antes? Harry, algo se siente incluso peor esta vez. g i n n y mira a su marido, llena. De miedo. g i n n y h a s hablado con él antes? Harry, sí. Yeni, viniste a este dormitorio y hablaste con él? Harry, sabes que lo hice. Yeni, ¿qué le dijiste a nuestro hijo Harry? Harry puede escuchar la acusación en su voz. Harry, intente ser honesto como tú me dijiste, no le dije nada. Yeni, ¿y te controlaste a ti mismo? ¿Cómo de caliente se volvió? Harry. Yo no creo que yo. ¿Tú crees que le he asustado de nuevo? Yeni, ¿puedo perdonarte por un error Harry? Tal vez incluso dos, pero por cada error de más que cometes, más difícil devuelve perdonarte. Acto 3, Escena 16. Hogwarts, lechufería. Scorpius y Albus emergen de un techo bañado en luz plateada. Hay un suave ulular alrededor de ellos. Scorpius, yo pienso que con un simple c o n f r i n g o Albus, definitivamente no. Para algo como esto necesitas un expulso. Scorpius, expulso? Expulso y estaremos recogiendo trozos de gira tiempo de esta lechuferia por días. Albus, bombarda. Scorpius, y despertar a todo Hogwarts. A lo mejor e Stupefi. Fueron originalmente destruidos usando e Stupefi. Albus, exactamente, ha sido usado antes. Hagamos algo distinto, algo divertido. Scorpius, divertido. Mira muchos magos han infravalorado la importancia de elegir el hechizo correcto, pero eso es realmente importante. Creo que es una muy infravalorada rama de la m a g i a moderna. d e l f i una infravalorada rama de la m a g i a moderna vosotros dos sois los más grandes. ¿Sabías eso? Scorpius mira arriba sorprendido de que d e l f i haya emergido entre ellos. Scorpius, oh. Tú, estás. ¿Qué estás haciendo aquí? Albus, pensé que era importante enviarle una lechuza, permitirle saber lo que íbamos a hacer guión, ¿sabes? Scorpius mira a su amigo acusadoramente esto la concierne a ella también. Scorpius piensa, luego asiente, aceptando esto. d e l f i ¿qué me concierne? ¿Qué está pasando? Albus saca el g i r a tiempo. Albus, necesitamos destruir el g i r a tiempo. Las cosas que Scorpius vio. Después de la segunda prueba. Lo siento mucho. No podemos arriesgarnos a ir atrás de nuevo. No podemos salvar a tu primo. d e l f i mira el g i r a tiempo y luego a ellos dos. d e l f i tu lechuza decía muy poco. Albus. Imagina el peor mundo posible, y luego d ó b l a l o Gente siendo torturada, de mentores por todos lados, un Voldemort despota, mi padre muerto, yo nunca nacido, el mundo gobernado por magia negra. Nosotros solo, no podemos permitir que eso pase. d e l f h i tibutea. Luego su cara se rompe. d e l f h i Voldemort gobernaba? Estaba vivo. Scorpius, lo gobernaba todo. Era terrible. d e l f h i por lo que hicimos? Scorpius. Humillar a c e d r i c lo convirtió en un joven muy cabreado, y se convirtió en un mortífago y, y, todo fue mal. Realmente mal. d e l f h i mira la cara de Scorpius con mucho cuidado. Su cara suda. d e l f h i un mortífago? Scorpius, y un asesino. Él mató al profesor Lobotón. d e l f h i entonces, por supuesto, necesitamos destruirlo. Albus, ¿lo entiendes? d e l f h i voy a ir más allá, diré que c e d r i c no debió ser infravalorado. Vamos a destruir esto juntos, y después iremos con mi t i o Le explicaremos la situación. Albus, gracias. d e l f i le sonríe con pena, y luego coge el g i r a tiempo. Lo mira y su expresión cambia completamente. Oh, bonita marca. d e l f i ¿qué? La capa de d e l f i estaba floja. La marca de Auguri es visible en la parte de atrás de su cuello. Albus, en tu espalda. No lo había notado antes, las alas. ¿Es eso que los mugles llaman tatuajes? d e l f i hum, si es un augurei. Scorpius, un augurei. d e l f i ¿no los habéis visto en cuidado de criaturas mágicas? Son unos pájaros negros de apariencia siniestra que lloran cuando va a llover. Los magos solían creer que el liantota augurei predecía la muerte. Cuando estaba creciendo mi guardián tenía uno en una caja. Scorpius, t ú guardián. d e l f i mira a Scorpius. Ahora que tiene el gira tiempo está disfrutando este juego. d e l f i ella solía decir que lloraba porque podía ver que mi vida estaba llegando a su final. No le gustaba mucho. Eufemia Rowley. Solo me acogió por el oro. Albus, ¿por qué querías un tatuaje de su pájaro entonces? d e l f i me recuerda que el futuro está ahí para que lo cree. Albus, Cole, debería hacerme un tatuaje de un augurey. Scorpius, los Rowley eran unos mortífagos bastante extremos. Un centenar de pensamientos volaban en la cabeza de Scorpius. Albus, vamos, vamos a destruirlo. Con Fringo? Estupefi? Bombarda? ¿Cuál vas a usar? Scorpius, devuélvenoslo. Devuélvenos el giro tiempo. Delphi, ¿qué? Albus, Scorpius, ¿qué estás haciendo? Scorpius, no me creo que estuvieras enferma. ¿Por qué no viniste a Hogwarts? ¿Por qué estás aquí ahora? Delphi, estoy intentando traer a mi primo de vuelta. Scorpius, ellos te llamaban Augurei. En el otro mundo ellos te llamaban Augurei. Una sonrisa lente crece en el rostro de Delphi. Delphi, el Augurei. Podría gustarme eso. Albus, Delphi. Ella es muy rápida. Sacando su varita. Repela a Scorpius, ella es más fuerte Scorpius trata de sujetarla por la espalda, pero ella rápidamente se lo quita de encima. Delphi, Fulgari. Los brazos de Scorpius están atados en unos fuertes, iluminosos cordones. Scorpius, Albus, corre. Albus mira alrededor, desconcertado. Y empieza a correr. d e l f h i Fulgari. Albus cae al suelo, sus brazos atados con la misma cuerda brutal. Y este es el primer hechizo que he tenido que usar con vosotros. Pensé que tendría que usar alguno más. Peor sois más fáciles de controlar que amos, los niños. Especialmente los masculinos son naturalmente flexibles, ¿no? Ahora vamos a ordenar este caos de una vez por todas. Albus, ¿pero por qué? ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? d e l f h i Albus, soy el nuevo pasado. Ella pone la varita en Albus y la presiona soy el nuevo futuro pone la varita en Scorpius y la presiona y yo soy la respuesta que este mundo ha estado buscando. Acto 3, Escena 17. Ministerio de Magia, Oficina de Hermión. Ron está sentado en el escritorio de Hermión, comiendo. Gachas. Ron, no puedo superarlo, ¿sabes? El hecho de que en otra realidad no nos hallamos, ya sabes, casado. Hermión, Ron, lo que sea que es esto, tengo solo minutos antes de que lleguen los goblins a hablar de la seguridad de Gringotts. Ron, es decir, hemos estado juntos desde hace mucho y casados por tanto tiempo me refiero, a mucho tiempo guión. Hermión, si esta es tu forma de decir que quieres un divorcio, Ron, entonces sí, claro. Y yo te enterraré esta pluma. Ron, calla, ¿podrías callarte por una vez? Quiero hacer una de esas renovaciones de matrimonio. He leído acerca de la renovación de los votos matrimoniales, ¿qué piensas? Hermión, derritiéndose por dentro, ¿te quieres casar conmigo otra vez? Ron, bueno, estábamos muy jóvenes cuando lo hicimos por primera vez, y yo estaba muy borracho y bueno, para ser honestos, no puedo recordar mucho de ese día y. La verdad es que te amo. Hermión Greiner, y lo que sea que diga el tiempo me gustaría tener la oportunidad de decirlo enfrente de mucha gente, otra vez, pero sobrio. Ella lo mira, sonríe, se abalanza hacia él y lo besa. Hermión, eres muy dulce. Ron, y tú caramelo. Hermión se ríe, Harry, g i n n y y Draco caminan hacia ellos, cuando ellos se besan otra vez, ellos se apartan. Hermión, Harry, g i n n y yo, Udraco que lindo es verlos, d o Harry, los sueños. Los sueños comenzaron otra vez. Bueno, ellos no se han detenido. g i n n y y Albus está desaparecido, otra vez. Draco, Scorpius también. Hicimos que Gunagal revisara la escuela completa. Ellos se han ido. Hermión, convocaré a los aurores inmediatamente, y o n iré guión. Ron, no, no lo harás. Todo está bien. Albus, lo vi ayer en la noche. Todo está bien. Draco, ¿dónde? Todos voltean a mirar a Ron. Él está brevemente desconcertado, pero los enfrenta. Ron, estaba tomando un par de vasos de whisky de fuego con Neville en o s m a d e como saben, hablando de arreglar el mundo como hacemos y cuando estábamos regresando bastante tarde y tratando de averiguar cuál reflu podría usar porque cuando has estado tomando no quieres usar los pequeños, o los que voltean Oguión. g i n n y Ron si pudieras llegar al punto antes que todos te estrangulemos. Ron, él no ha huido él está teniendo un momento de tranquilidad. Él se consiguió una novia mayor que el guion. Harry, una novia mayor. Ron, y una bien formada hermoso cabello plateado. Los vi ayer en el techo juntos, cerca de la lechucera con Scorpius tocando las uvas, Goseberries. Fue agradable ver que mi poción esté siendo usada bien. Creo. Harry tuvo un pensamiento. Harry, su cabello signo de interrogación abierta era plateado y azul. Ron, eso es azul plata sí. Harry. Él está hablando acerca de Delphi y Gori, sobrina de Amos y Gori. Y n y esto es por Fedric otra vez. Harry no dice nada, pensando rápido. Hermión mira alrededor de la habitación, preocupada, y después grita hacia afuera en la puerta. Hermión, e t e l Cancela a los goblins. Acto 3, Escena 18. Un s a i n t o s w a l d hogar para b r u j a s y magos ancianos. Habitación de Amos. Harry y Dra c o e n t r a n con la varita extendida. Harry, ¿dónde están ellos? a m o s Harry Potter, ¿qué puedo hacer por usted, señor? Y Draco Malfoy, estoy bendecido. Harry, sabemos cómo has estado usando a mi hijo. a m o s ¿yo he usado a tu hijo? No. Usted, señor, usted usó a mi hermoso hijo. Draco, dinos ahora signo de interrogación abierta dónde están Albus y Scorpius. O afronta las profundas consecuencias. a m o s pero ¿y por qué habría de saber yo, en dónde están ellos? Draco, no juegues la carta de senilidad con nosotros, anciano. Sabemos que has estado enviándoles lechuzas. a m o s yo no he hecho nada de eso. Harry, a m o s no estás demasiado viejo para ir a Azkaban. La última parte donde fueron vistos, fue en las torres de Hogwarts con tu sobrina cuando ellos desaparecieron. a m o s no tengo ni idea de lo que estás. Él se detiene, un poco confundido, ¿mi sobrina? Harry. No hay profundidades en donde no te puedas hundir si,、sí, tu sobrina, o estás negando que ella estaba bajo tus expresas instrucciones? Amos, si,、sí, lo hago, yo no tengo una sobrina. Esto detiene a Harry. Draco, si,、sí, tú la tienes, una enfermera, trabaja aquí, tu sobrina. d e l f i n y d i g o r y Amos, yo sé que no tengo ningún sobrino porque nunca tuve hermanos o hermanas. Y mi esposa tampoco. Draco, debemos averiguar quién es ella ahora. Acto 3, Escena 19. Hogwarts, Cancha de Quidditch. Abrimos con Delphi, disfrutando cada segundo de su cambio de identidad. Donde había inconformidad e inseguridad, ahora solo hay poder. Albus, ¿qué estamos haciendo en la Cancha de Quidditch? Delphi no dice nada. Scorpius, el torneo de los tres magos. La tercera prueba. El laberinto. Aquí es donde estaba el laberinto. Vamos a volver por Cedric. Delphi, sí. Es hora de reponer al que estaba sobrando de una vez por todas. Regresaremos por c e d r i c y haciendo esto resucitaremos el mundo que tuviste, Scorpius. Scorpius, diablos, ¿tú quieres resucitar el infierno? d e l f h i quiero el regreso de magia pura y poderosa. Quiero revivir la oscuridad. Scorpius, ¿quieres que Voldemort regrese? d e l f h i el único y verdadero líder del mundo mágico. Él regresará. Ahora que han asegurado las primeras dos pruebas con obstáculos con un poquito de magia hay al menos dos visitas del futuro en cada una de ellas y no tengo riesgos de ser descubierta o distraída. La tercera prueba está limpia. Entonces empecemos aquí, ¿sí? Albus, nosotros no lo detendremos, lo que sea que nos fuerces a hacer, sabemos que él necesita ganar el torneo con mi papá. Delphi, no quiero que lo detengan solamente. Quiero que lo miden. Él necesita salir volando de ese laberinto en un palo de escoba hecho de plumas. Moradas. La humillación que lo llevó a hacer lo de antes, lo llevará de nuevo. Y la profecía estará completa. Scorpius, no sabíamos que había una profecía. ¿Cuál profecía? Delphi, tú has visto al mundo como debía ser, Scorpius, y hoy nos vamos a asegurar de que regrese. Albus, no lo haremos. No te obedeceremos. Quien sea que eres. Lo que sea que quieras que hagamos. d e l p h por supuesto lo harán. Albus. Tendrías que usar imperio, tendrías que controlarme. Delphi, no. Para completar la p r o f e c í a tienes que ser tú, no un muñeco. Tienes que ser tú quien humille a Cedric, entonces imperio no funcionaría. Tengo que forzarte con otras cosas. Ella saca su varita. Apunta hacia Albus, quien levanta su barbilla. Albus, haz tu peor intento. Delphi lo mira y luego voltea su varita hacia Scorpius. d e l p h lo haré. Albus, no. d e l f h i sí, como lo pensé esto parece asustarte más. Scorpius, Albus, lo que sea que ella me haga no podemos dejar la guión. d e l f h i crucio. Scorpius grita del dolor. Albus, lo haré. d e l f h i riendo, ¿qué? ¿Cuán la tierra puedes hacer? ¿Un mago decepcionante? ¿Un dolor en el apellido de tu familia? ¿Una sobra? ¿Quieres detenerme de hacer daño a tu único amigo? Entonces haz lo que se te dijo. Ella mira a Albus, sus ojos muestran resistencia. No. Crucio. Albus, detente por favor. Craig entra corriendo lleno de energía. Craig Walker j r Scorpius Albus. Todos lo están buscando guión. Albus, Craig. Vete. Busca ayuda. Craig Walker j r ¿qué está pasando? Delphi, a ver a qué d a b b r a Delphi lanzó una ráfaga de luz verde a través del escenario Craig es impulsado hacia atrás por esto y es inmediatamente asesinado. Hay un silencio, un silencio que parece durar mucho tiempo. Delphi, ¿no lo entiendes? No son juegos infantiles lo que estamos jugando aquí. Tú eres útil para mí y tus amigos no lo son. Albus y Scorpius miran el cuerpo de Craig, sus mentes son un infierno. Me t o m ó un largo tiempo descubrir tu debilidad, Albus Potter. Pensé que era el orgullo. Pensé que era la necesidad de impresionar a tu padre, pero después me di cuenta que tu debilidad era la misma que la de tu padre, la amistad. Harás exactamente lo que yo te diga. De otra manera Scorpius morirá, así como pasó con el estorbo. Ella los mira a los dos. Voldemort regresará y el augura y se sentará a su lado. Así como estaba profetizado. Cuando el estorbo esté de sobra, cuando el tiempo sea cambiado, cuando los niños invisibles asesinen a sus padres, entonces el Señor Oscuro regresará. Ella sonríe. Tira de Scorpio rudamente hacia ella. Cedric es el estorbo, y Albus Dion. Ella tira de Albus rudamente hacia ella. El niño invisible que asesina a su padre reescribiendo el tiempo y así regresa el señor oscuro. El gira tiempos comienza a dar vueltas. Ella pone su mano sobre él. Ahora. Hay una zanja gigante de luz. Un ruido aplastante, el tiempo se detiene, y luego vuelve. Piensa un poco y comienza a ir hacia atrás el tiempo. Lento al comienzo. Y después se acelera. Luego hay un ruido impresionante y un golpe. Acto 3, e s c e n a 20. Torneo de los Magos, Laberinto, 1995. El laberinto es una espiral de setos que no paran de moverse. d e l f h i camina determinada a través de él. Detrás de ella, ella arrastra a Albus y Scorpius. Sus brazos. Atados, sus piernas moviéndose sin ganas. l u d o b a c Man. Damas y caballeros chicos y chicas les traigo el más grande, el fabuloso, el mejor y el único torneo de los tres magos. Hay un ruidoso aplauso. Delphi gira a la izquierda. Si eres de Hogwarts. Dame un gran aplauso. Hay un ruidoso aplauso. Si eres de Dunkstrand dame un gran aplauso. Hay un gran aplauso. Delphi y los chicos son forzados a moverse porque se les acerca un gran seto. Y si son de b e a u x b a t o s d e m e un aplauso. Hay un gran aplauso. Los franceses, finalmente nos mostrarán de lo que son capaces aquí. Damas y caballeros, les traigo la prueba final del torneo. Un laberinto de misterios, una enfermedad de oscuridad incontrolable, para este laberinto viviente. Víctor Krum pasa a través del escenario, moviéndose por el laberinto. ¿Y por qué arriesgarse en esta pesadilla viviente? Porque dentro de este laberinto está una copa y no es cualquier copa si,、sí, el trofeo del torneo de los tres magos está en esta vegetación. Delfi, ¿dónde está él? ¿Dónde está Fedric? Un seto casi disecciona a Albus y Scorpius. Scorpius, ¿los setos quieren matarnos también? Esto se pone cada vez mejor. d e l f i tú seguirás o enfrentarás las consecuencias. l u d o b a c m a n los peligros son muchos, pero los premios son palpables. ¿Quién peleará su camino a ganar? ¿Quién c a e r á en el obstáculo final? ¿Qué héroes tenemos dentro de este laberinto? Solo el tiempo nos lo dirá. Damas y caballeros, solo el tiempo nos lo dirá. Scorpius, Albus, necesito hacer algo. Albus, ¿acerca de qué? Ella ha roto nuestras varitas, estamos atados, y ella está tratando de matarte. Scorpius, estoy listo para morir, si eso detiene el regreso de Voldemort. Albus, ¿lo estás? Scorpius, no me llorarás por mucho tiempo, ella me matará y rápidamente te matará a ti también. Albus, desesperado, la falla en el gira tiempos, la regla de los cinco minutos. Hagamos todo lo que podamos para retrasar el tiempo. Scorpius, eso no funcionará. Otro seto cambia de dirección. Delphi tira de Albus y Scorpius hacia ella. Ellos continúan a través del laberinto de desesperación. l u d o b a c Man, ahora déjenme recordarles la clasificación actual. En primer lugar el señor Cedric Diggor y y el señor Harry Potter. En segundo lugar el señor Victor Krum. Y en el tercer lugar la señorita Fleur de la c o u r De repente un seto emerge detrás de Albus y Scorpius, ellos corren. Albus, ¿a dónde se fue ella? Scorpius, ¿importa eso? ¿Por cuál lado crees tú? d e l f h i se eleva encima de ellos. Ella está volando, y sin escoba. d e l f h i ustedes, pobres criaturas. Ella arroja a los chicos al piso. Creyendo que pueden escapar de mí. Albus, asombrado, no estás, incluso sin una escoba. d e l f i ¿escobas? ¿Qué objetos tan pesados e innecesarios? Han pasado minutos. Nos quedan dos minutos. ¿Y harán lo que les dije? Scorpius, no. No lo haremos. d e l f i ¿crees que puedes pelear conmigo? Scorpius, no, pero podemos desafiarte. Y podemos dar la vida para hacerlo. d e l f i la profecía debe ser completada. La completaremos. Scorpius, las profecías pueden romperse. d e l f h i estás equivocado niño, las profecías son el futuro. Scorpius, pero si la profecía es inevitable, ¿por qué estamos aquí tratando de influenciar en ella? Tus acciones contradicen tus pensamientos estás arrastrándonos a través de este laberinto porque crees que esto es lo que se necesita para que la profecía se haga realidad, y con esa lógica las profecías también pueden ser rotas prevenidas. d e l f h i hablas mucho, niño. Crucio. Scorpius es atormentado por el dolor. Albus, Scorpius. Scorpius, querías una prueba, Albus, es esta, y vamos a pasarla. Albus mira a Scorpius, finalmente consciente de lo que tiene que hacer. Él asiente. d e l f h i entonces morirás. Albus, lleno de fuerza, sí. Moriremos. Y lo haremos alegremente sabiendo que eso te detendrá. d e l f h i se eleva llena de furia. d e l f h i no tenemos tiempo para esto. Cruyon. Voz misteriosa, espellarmus. b a n g Su varita es lanzada lejos de ella. Scorpius lo mira asombrado. Bracha i v i n d o Y Delphi es atada. Scorpius y Albus giran y se quedan asombrados. Ahí en el lugar de donde salió el hechizo, un joven ha puesto, como de 17 o algo así, Cedric. Cedric, no ha llegado otro. Scorpius, pero, tú eres. Cedric, Cedric Vigori. Los escuché gritando, tenía que venir. Deme sus nombres, bestias. Puedo pelear con ustedes. Albus mira alrededor asombrado. Albus, Cedric. Scorpius, tú nos salvaste. Cedric, ¿también son una prueba? ¿Un obstáculo? Hablen. ¿Tengo que derrotarlos a ustedes también? Hay un silencio. Scorpius, no. Solo tenías que liberarnos. Esa es la prueba. Cedric pensando. Tratando de descifrar si es una trampa, luego mueve su varita. Cedric, emancipare. Emancipare. Los chicos son liberados. Signo de interrogación abierta y ahora puedo irme? ¿Terminar el laberinto? Los chicos miran a Cedric, ellos tienen el corazón roto. Albus, temo que tienes que terminar la prueba. Cedric, entonces debo hacerlo. Cedric se aleja confiado. Albus lo mira desesperado por decir algo, inseguro de qué decir. Albus, Cedric, Cedric voltea y lo mira tu padre te quiere mucho. Cedric, ¿qué? Detrás de ellos, el cuerpo de Delphi trata de moverse, ella se arrastra por el suelo. Albus, solo pensé que debías saberlo. Cedric, o、okay, k e hum. Gracias. Cedric mira a Albus un momento más, y luego comienza a caminar. Delphi saca el gira tiempos desde dentro de su túnica. Scorpius, Albus. Albus, no, espera. Scorpius, el gira tiempos está girando. Mira lo que está haciendo. Ella no puede dejarnos atrás. Albus y Scorpius ambos luchan por agarrar una parte del gira tiempos. Y hay una ráfaga de luz gigante, un ruido aplastante. Y el tiempo se detiene, luego comienza a moverse lentamente, luego acelera. Albus. Albus, ¿qué hemos hecho? Scorpius, debemos ir con el gira tiempos, tenemos que tratar de detenerla. Delphi, ¿detenerme? ¿Cómo creen que pueden detenerme? Terminé con esto. Puede que hayan destruido mi oportunidad de usar a c e d r i c para oscurecer el mundo, pero tal vez estés en lo correcto, Scorpius. Tal vez las profecías pueden ser prevenidas. Tal vez pueden ser rotas. Lo cual es indudablemente cierto. Estoy harta de tratar de usar los niños molestosos, criaturas incompetentes, buenas para nada. No voy a gastar más segundos preciados en ninguno de ustedes. Es hora de tratar algo nuevo. Ella aplasta el gira tiempos. Explota en miles de pedazos. Delphi s e e l e v a otra vez en el aire. Ella se ríe mientras se pone en marcha con fuerza lejos de ahí. Los chicos tratan de perseguirla, pero ellos no tienen ni la menor oportunidad. Ella vuela, ellos corren. Albus, no punto. Tú no puedes. Scorpius vuelve y trata de recoger los pedazos del gira tiempos. Signo de interrogación abierta el gira tiempos. ¿Está destruido? Scorpius. Absolutamente. Estamos atascados aquí. En el tiempo. Cual sea el tiempo en el que estamos. Lo que Saqueya e esté planeando hacer. Albus, Hogwarts parece igual. Scorpius, sí, y podemos ser vistos aquí. Salgamos de aquí antes de que nos descubran. Albus, tenemos que detenerla, Scorpius. Scorpius, sabemos que tenemos que hacerlo, signo de interrogación abierta, pero ¿cómo? Acto 3, Escena 21. Centro s t e o s w a l para mago y brujas ancianos. Cuarto Delfi. Harry, Hermión, Ron, Draco y g i n n y miran alrededor de un simple cuarto panelado en roble. Harry, ha debido de usar un Confundus en él. Ha debido de usarlo en todos. Ha engañado con lo de ser enfermera, ha engañado con lo de ser su sobrina. Hermión, lo acabo de comprobar con el ministerio, pero no hay registro de ella. Es una sombra. Draco, Specialis Rebello. Todo el mundo gira para mirar a Draco. Bien, merecía la pena intentarlo. ¿A qué estáis esperando? No sabemos nada, así que solo podemos tener esperanza en que este cuarto nos revele algo. Y i n I, ¿dónde ha podido esconder algo? Es una habitación bastante espartana. Ron, estos paneles, estos paneles deben de esconder algo. Draco, o la cama. Draco empieza a examinar la cama, y i n I la lámpara los demás empiezan a examinar los paneles de roble. Ron, golpeando la pared c o m o un martillo, ¿qué escondes? ¿Qué tienes? Hermión, a lo mejor deberíamos parar un momento y pensar acerca de esto, guión. Y en y desenrosca una lámpara de aceite de la chimenea. Hay un ruido rompedor. Y después palabras silbantes. Todos giran hacia ella. ¿Qué fue eso? Harry, eso es, no se supone que debería entenderlo, esparcel. Hermión, ¿y qué dice? Harry, ¿cómo lo? No había sido capaz de entender Parcel desde que Voldemort murió. Hermión, y desde que tu cicatriz no dolió. Harry mira a Hermión. Harry, dice bienvenida a Augur y creo que le tengo que decir que sé. Ahora. Draco, entonces hazlo. Harry entreciera los ojos. Habla en Parcel. La habitación se transforma alrededor de ellos, volviéndose más oscura y desesperante. Una masa de serpientes pintada aparece en todas las paredes. Y en ellas escrito con letras fluorescentes, una profecía. ¿Qué es eso? Ron, cuando los sustitutos sean sustituidos, cuando el tiempo sea cambiado, cuando los niños invisibles maten a sus padres, entonces el Señor Tenebroso volverá. Y en I, una profecía. Una nueva profecía. Hermión, c e d r i c c e d r i c fue llamado sustituto. Ron, cuando el tiempo sea cambiado, ella tiene el gira tiempo, ¿no? Sus caras se colapsan. Hermión, ella debe de tenerlo. Ron, pero para qué necesita a Scorpius o a Albus? Harry, porque yo soy un padre, que no veía a su hijo. Que no entendió a su hijo. Draco, ¿quién es ella? ¿Para estar tan obsesionada con esto? g i n n y yo creo que tengo la respuesta para eso. Todos se giran hacia ella. Ella señala hacia arriba. Sus caras colectivas se colapsan aún más y se cubren de miedo. Las palabras son reveladas en todas las paredes del auditorio, palabras peligrosas, palabras horribles. Voy a revivir la oscuridad. Voy a traer a mi padre de vuelta. Ron, no, ella no puede. Hermión, ¿cómo es incluso posible? Draco, Voldemort tuvo una hija. Ellos miran arriba, aterrados, g Inny toma la mano de Harry. Harry, no, no, no. Eso no. Lo que sea menos eso. Baja el telón. Acto 4, escena 1. Harry Potter el niño maldito. Ministerio de magia, sala de reunión. Magos y brujas de todos los departamentos entraron a la gran sala de reuniones. Hermión camina apresuradamente hacia el escenario. Ella levanta su mano para indicar silencio. Cae el silencio. Ella se sorprende por el poco esfuerzo que le toma, mira a su alrededor. Hermión, gracias. Estoy muy agradecida de que todos ustedes estuvieran disponibles para hacer mi segunda reunión general extraordinaria. Tengo algo que decirles les pido que dejemos las preguntas y van a haber muchas preguntas, después de que termine de hablar. Como muchos ya saben, un cuerpo ha sido encontrado en Hogwarts. Su nombre era c r a i g b u n k e r Jr. Él era un buen chico. No tenemos ninguna información certera de quién ha sido responsable de este acto, pero ayer investigamos en Saints w a l d Y una habitación ahí nos reveló dos cosas la primera. Una profecía que promete el regreso de la oscuridad, a la segunda, escrita en el techo, una proclamación que el Señor Oscuro tenía un, que Voldemort tuvo un hijo. Las noticias se expanden alrededor de la habitación. No conocemos los detalles completos. Solo estamos comenzando a investigar, interrogando a aquellos que tienen conexiones con los Dementores. Y como aún no se ha encontrado nada acerca del n i ñ o de la Profecía, pero parece que hay algo cierto en esto. Este niño ha sido escondido del mundo mágico. Y ahora ella está bueno, ella ahora está. Profesora McGonagall, ¿ella? ¿Una hija? a é l tuvo una hija? Hermión, sí, una hija. Profesora McGonagall, ¿y está ella en custodia? Harry, profesora, ella pidió que no preguntaran. Hermión, está bien, Harry, profesora, eso es donde todo empeora. Me temo que no podemos tenerla bajo custodia. De hecho, no podemos detenerla de que haga nada. Ella está fuera de nuestro rastro. Profesora McGonagall, ¿no podemos buscarla? Hermión, tenemos buenas razones para creer, ella se está escondiendo, en el tiempo. Profesora McGonagall, por todas las cosas temerarias y estúpidas que podías hacer, ¿te quedaste el gira tiempos, inclusive ahora? Hermión, profesora, le aseguro guión. Profesora McGonagall, debería darte vergüenza, Hermión Greiner. Hermión estremece su cara de la rabia. Harry, no, ella no merece eso. Tienes derecho a estar enojada. Todos lo tienen. Pero todo esto no es culpa de Hermión. Nosotros no sabemos cómo la bruja obtuvo el gira tiempos. Incluso si mi hijo se lo dio. Y en I, si nuestro hijo se lo dio a ella. O si le fue robado. Y en s e u n e a Harry en el escenario. Profesora McGonagall, su solidaridad es admirable, pero eso no hace que su negligencia sea menos negligente. Draco, entonces si es negligencia yo también me responsabilizo. Draco camina hacia el escenario y se queda al aldo de g i n n y Esto es casi un momento, e Spartaco. Ay, jadeos. Hermión y Harry no han hecho nada mal, pero están tratando de protegernos a todos. Si ellos son culpables, entonces yo también lo soy. Hermión mira a través de la multitud, Ron se mueve y se une a ellos en el escenario. Ron, solo digo yo no sé mucho acerca de esto, así que no puedo tomar responsabilidad y estoy bastante seguro de que mis hijos no tienen nada que ver con esto, pero si todos ellos están parados aquí. Entonces yo también. g i n n y nadie sabe dónde están ellos ni siquiera si están juntos o separados. Confío en que nuestros hijos estén haciendo todo lo que puedan para detenerla, pero. Hermión, no nos hemos rendido. Hemos ido con los gigantes, los Troy. Todos los que podamos encontrar. Los aurores están volando, buscando, hablando con aquellos que saben secretos, siguiendo a aquellos que no revelan secretos. Harry, pero hay una verdad, no podemos escapar. En algún lugar de nuestro pasado una bruja está tratando de cambiar todo lo que conocemos, y todo lo que podemos hacer es esperar, esperar por el momento en donde ella tenga éxito o falle. Profesora McGonagall, ¿y si ella tiene éxito? Harry, entonces s o l o así la mayoría de personas en esta habitación se habrán ido. No existiremos y Voldemort gobernará otra vez. Acto 4, Escena 2. Montañas de Escocia, Estación de Trena v i e More, 1981. Albus y Scorpius están buscando al maestro de la estación. Albus, uno de nosotros debería hablar con él. ¿No lo crees? Scorpius, hola señor maestro del tren, señor Mugle, una pregunta, ¿ha visto a una bruja volando pasar por aquí? Y por cierto, ¿qué año es? Nosotros escapamos de Hogwarts porque estábamos asustados de cosas molestas, pero esto está bien. Albus, ¿sabes qué es lo que me molesta más de todo esto? Papá pensará que le hicimos a propósito. Scorpius, Albus. ¿En serio? Es decir, ¿de verdad en serio? Nosotros estamos atrapados perdidos en el tiempo probablemente para siempre y tú estás preocupado por lo que pueda pensar tu papá acerca de esto. Nunca los entenderé ustedes dos. Albus, hay mucho que comprender. Papá es muy complicado. Scorpius, ¿y tú no lo eres? No cuestiono tu gusto en mujeres, pero te habías imaginado. Bueno. Ellos saben acerca de quién está hablando él. Albus, lo hice, ¿cierto? Es decir, lo que ella le hizo a Craig. Scorpius, no pensemos en eso. Concentrémonos en el hecho de que no tenemos varitas. Ni e s c o b a s Ni manera de regresar a nuestro tiempo. Todo lo que tenemos son nuestro ingenio y no, eso es todo, nuestro ingenio y tenemos que detenerla. Maestro del tren, en un bastante marcado escocés, ¿y he q u e n t a d o el rey que tren está corriendo tarde, chicos? Scorpius, disculpa. Maestro de estación, si están esperando el tren a o l d r e e k u i necesitarán tomar el ken, que está llegando tarde. Él los mira, ellos miran atrás desconcertados. Él frunce el ceño y les da un calendario modificado. Él apunta con su dedo a la esquina derecha de este. Tarde. Albus lo toma y lo examina. Su cara cambia mientras ve la información. Scorpius solo mide al maestro de estación. Albus, sé dónde está ella. Scorpius, ¿entendiste eso? Albus, mira la fecha. En el horario. Scorpius se inclin a y lee. Scorpius, el 30 de octubre de 1981. Días antes de la víspera de Navidad. Hace 39 años. Pero signo de interrogación abierta p o r q u é ella? Oh. La cara de Scorpius cae cuando se da cuenta. Albus, la muerte de mis abuelos. El ataque a mi papá cuando era un bebé. El momento cuando la maldición de Voldemort rebotó a él mismo. Ella no está tratando de traerlo con su profecía, ella está tratando de prevenir la grande. Scorpius, la grande. Albus, el único que tiene poder de derrotar al Señor Oscuro. Scorpius se une. Scorpius y Albus, nacido de los que lo han desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el s é p t i m o mes. La cara de Scorpius cae con cada palabra. Scorpius, es mi culpa. Le dije que las profecías pueden ser rotas, le dije que toda la lógica de las profecías es cuestionable guión. Albus, en 24 horas Voldemort se maldecirá a sí mismo tratando de matar al Harry Potter bebé. Delphi está tratando de prevenir esa maldición. Ella va a matar a Harry ella misma. Necesitamos ir al Valle de Godric ahora. Acto 4, escena 3. Valle de Godric, 1981. Albus y Scorpius caminan a través del centro del Valle de Godric y es una animada. Hermosa villa. Scorpius, bueno, no hay signos visibles de un ataque. Albus, esto es el Valle de Godric. Scorpius, tu papá nunca te ha traído. Albus, no, él trató unas pocas veces pero yo me negué. Scorpius, bueno, no tenemos tiempo para un tour tenemos a un mundo que salvar de una bruja asesina pero considera que, la iglesia, Saint Jerome. Mientras el señal aparece una iglesia. Albus, es magnífica. Scorpius, y el cementerio de s a i n t p i e r r e o m e está supuestamente embrujado. Él apunta en otra dirección, y ese es el lugar donde estarían la estatua de Harry y sus padres. Guión. Albus, mi papá tiene una estatua. Scorpius, oh, no todavía. Pero la tendrá. Eso espero. Y esta esta es la casa donde Batilda Basot vivía, vive. Albus, la misma Batilda Basot. La Batilda Basot de Historia de la Magia. Scorpius, la misma. Omi.、Oh、Esa es ella. Wow. Mi partner e de e s t á temblando. Albus, Scorpius. Scorpius, y aquí está guión. Albus, la casa de James, Lily, y Harry Potter. Una joven y atractiva pareja dejaba la casa con un bebé en un cochecito de bebé. Albus se movió hacia ellos, Scorpius lo aló hacia atrás. Scorpius, ellos no pueden verte, Albus, podría alterar el tiempo, y no vinimos a hacer eso nuestra vez. Albus, pero esto significa, ella no ha. Lo hicimos. Ella no ha. Scorpius, entonces ¿qué hacemos ahora? ¿Prepararnos para pelear con ella? Porque ella es bastante. Feroz. Albus, sí. En realidad no hemos pensado en eso, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo protegemos a mi papá? Acto 4, escena 4. Ministerio de Magia, Oficina de Harry. Harry está pasando a toda prisa todo el papeleo. Dumbledore, buenas noches, Harry. Un latido. Harry mira hacia el retrato de Dumbledore, su cara pasiva. Harry, profesor Dumbledore, en mi oficina. Me siento honrado. ¿Debo estar donde está la acción esta noche? Dumbledore, ¿qué estás haciendo? Harry, haciendo papeleo. Viendo si he pasado algo por alto, no debería. Calculando las fuerzas de batallas en la limitada manera que podamos pelear. Sabiendo que la batalla está alejada de nosotros. ¿Qué más puedo hacer? Dumbledore no dice nada. Signo de interrogación abierta ¿dónde has estado Dumbledore? Dumbledore, estoy aquí ahora. Harry, aquí, justo ahora que la batalla está perdida. O vas a negar que Voldemort va a regresar. Dumbledore, es posible. Harry, vete. No te quiero aquí, no te necesito, estuviste ausente cada vez que en serio contaba. Peleé con él tres veces sin ti. Y lo enfrentaré otra vez, si necesito estar solo. Dumbledore, Harry, ¿no crees que quería pelear con él a tu favor? Te lo hubiese ahorrado si hubiese podido guión. Harry, ¿el amor nos cega? ¿Al menos sabes qué significa eso? Siquiera sabes cuán mal estuvo ese consejo. Mi hijo está mi hijo está peleando batallas por nosotros, así como yo hice para ti. Y me he demostrado como un mal padre para él así como tú lo fuiste para mí. Dejándolo en lugares en donde no se sentía querido. Creciendo con sus resentimientos que le t o m a r a n años en entender, John. Dumbledore, si te estás refiriendo a p r i v e t r i v e entonces John. Harry, protegiéndote a ti mismo, inclusive en ese entonces. Dumbledore, no, estaba protegiéndote a ti. No quería lastimarte. Dumbledore trata de salir del retrato, pero no puede. Él comienza a llorar, pero trata de esconderlo. Pero tenía que conocerte al final. Con años, y eras tan valiente. Tan bueno. t ú caminaste sin quejarte por el camino que había sido colocado a tus pies. Por supuesto que te quise. Y sabía lo que iba a suceder otra vez. Ahí donde amé, causé un daño irreparable. No soy una persona apta para amar. Nunca he amado sin causar daños. Un latido. Harry, me hubieses lastimado menos si me hubieses dicho esto en ese entonces. Dumbledore, llorando abiertamente ahora, estaba ciego. Eso es lo que hace el amor. No podía ver que tú necesitabas escuchar lo que yo escondía, que este difícil y peligroso anciano. Te amaba. Una pausa. Los dos hombres están abrumados de emociones. Harry, no es cierto que nunca me quejaba. Dumbledore, Harry, nunca hay una respuesta perfecta en este desordenado y emocional mundo. La perfección está más allá del alcance de la humanidad, más allá del alcance de la magia. En cada momento brillante de felicidad hay esa gota de veneno, el conocimiento del dolor volverá otra vez. Son esto con aquellos que amas, muestra tu dolor. El sufrir es tan humano como el respirar. Harry, una vez me lo dijiste. Dumbledore, esto es todo lo que tengo para ofrecerte esta noche. Él comienza a alejarse. Harry, no te vayas. Dumbledore, aquellos que nos aman realmente nunca nos dejan, Harry. Hay cosas que la muerte no puede tocar. Dolor. Y memoria. Y amor. Harry, te amaba también, Dumbledore. Dumbledore. Lo sé. Él se ha ido. Y Harry queda solo. Draco entra. Draco, ¿sabías que en la otra realidad la realidad que vio Scorpius yo era jefe de las fuerzas de leyes mágicas? Tal vez esta habitación sea mía pronto. ¿Estás de acuerdo? Harry está consumido en su dolor. Harry, entra te daré el tour. Draco camina t i t u b e ante dentro de la habitación. Él mira alrededor desagradablemente. Draco, la cosa es que pensaba realmente nunca imaginé ser un ministro. Ni siquiera cuando era niño. Era todo lo que mi padre hubiese querido y yo no. Harry, ¿qué querías hacer? Draco, Quidditch, pero no era lo suficientemente bueno. Principalmente quería ser feliz. Harry asiente. Draco lo mira un segundo más. Lo siento no soy muy bueno con las conversaciones. ¿Te importa si saltamos a los negocios serios? Harry, por supuesto. ¿Qué negocios signo de interrogación abierta serios? Draco. ¿Tú crees Teodore no tenía el único giratiempos? Harry, ¿qué? Draco, el giratiempos que el ministerio se apoderó era un prototipo. Hecho de un metal barato. Hace su trabajo seguro. Pero solo está habilitado para ir al pasado por minutos eso es una falla seria, eso es algo que no le vendes a verdaderos coleccionistas de magia negra. Harry se da cuenta de lo que Draco quiere decir. Harry, ¿él estaba trabajando para ti? Draco, no. Mi padre. A él le gustaba posesionarse de cosas que los demás no tenían. El giratiempos del misterio gracias a c r o a k e r fue siempre un poco vainilla para él, común. Él quería la habilidad de ir atrás al pasado más que por una hora. Él quería la habilidad de viajar años atrás. Él nunca lo usó. Secretamente creo que él prefería un mundo s i n v o l de Mort. Pero sí, el giratiempos fue construido para él. Harry, ¿y lo guardaste? Draco revela el giratiempos. Draco. Sin el problema de los minutos. Y con destellos como oro, justo como les gusta a los Malfoy. Estás sonriendo. Harry, Hermione Greiner. Fue la razón para guardar el primero. El temor de que hubiese un segundo gira tiempos. Podrías haber sido enviada a Azkaban. Draco, considera la opción, considera que si la gente sabe que tengo la habilidad de viajar en el tiempo, puntos、si、hubiesen incrementado los rumores, lo hubiesen confirmado. Harry mira a Draco, entendiéndolo perfectamente. Harry, Scorpius. Draco, nosotros éramos capaces de tener hijos pero Astoria era frágil. Una maldición de sangre, una seria. Un ancestro de ella fue maldito. Y pasó a ella. Sabes cómo esas cosas pueden pasar a generaciones. Harry, lo siento, Draco. Draco, no quería arriesgar su salud, dije que no me importaba si la línea de m a l f o y moría conmigo no importaba lo que mi padre dijera. Pero Astoria. Ella no quería un bebé por el apellido Malfoy, por la sangre pura o la gloria. Ella quería un bebé solo para nosotros. Nuestro hijo Scorpius, cuando él nació. Fue el mejor día de nuestras vidas. A pesar de que esto debilitó a Astoria considerablemente. Huimos lejos, los tres. Quería conservar sus fuerzas. Y así comenzaron los rumores. Harry, no puedo imaginar cómo era eso. Draco, Astoria siempre supo que no estaba destinada a llegar a una edad anciana. Ella quería que yo tuviera a alguien cuando ella se hubiese ido, ¿por q u e Es excepcionalmente solitario, ser Draco Malfoy. Siempre seré un sospechoso. No hay escape del pasado. Nunca me di cuenta que escondiéndolo a él lejos de los chismosos, de este mundo que juzga. Haciendo esto aseguré que mi hijo emergiera con la peor sospecha que ni siquiera yo soportaba. Harry, el amor te ciega. Nosotros ambos, hemos tratado de darle a nuestros hijos. No lo que ellos necesitaban. sino lo que nosotros necesitábamos. Hemos estado tan ocupados tratando de reescribir nuestro propio pasado, que nosotros marchitamos su presente. Draco, por lo que tú necesitas esto. He estado sosteniéndolo, apenas resistiéndome usarlo, incluso ahora vendería mi alma por otro minuto con Astoria. Harry, oh, Draco. No podemos. No podemos usarlo. Draco mira a Harry, y por primera vez en el fondo de este terrible e c o se miraron como amigos. Draco. Debemos encontrarlos así t o m o s siglos. Debemos encontrar a nuestros hijos guión. Harry, no tenemos ideas de dónde están ellos, o en qué momento están. Buscar en el tiempo cuando no sabes en qué tiempo buscar, eso sería tonto. No. Me encantaría poder hacerlo allá o no un giro a tiempos. Pero me temo. Esto depende de nuestros hijos ahora ellos son los únicos que nos pueden salvar ahora. Acto 4, Escena 5. v a y a de Godric, afuera de la casa de James y Lily. Potter, 1981. Albus, le decimos a mi abuelo y abuela? Scorpius, que ellos nunca van a ver a su hijo crecer? Albus, ella es bastante fuerte, sé que lo es, tú la viste. Scorpius, ella se ve infeible, Albus. Y si yo fuera tú, estaría desesperado por hablar con ella. Pero ella necesita estar lista para rogar a Voldemort por la vida de Harry, ella necesita pensar que él podría morir y tú eres el peor spoiler en el mundo de que eso no será verdad. Albus. Dumbledore. Dumbledore está vivo. Involuqueremos a Dumbledore. Hagamos lo que tú hiciste con s n a p e i o n Scorpius, ¿podemos arriesgarlo sabiendo que tu papá sobrevive? ¿Que él tiene hijos? Albus, él es Dumbledore. Él puede hacer frente a lo que sea. Scorpius, Albus, debe haber como unos cientos de libros escritos sobre lo que Dumbledore sabía, como lo sabió él porque él hizo lo que hizo. Pero lo que es indudablemente cierto es que lo que hizo él necesitaba hacerlo y no voy a arriesgar perderlo por eso. Yo pude pedir por ayuda porque estaba en una realidad alterna. Nosotros no lo estamos. Estamos en el pasado. No podemos arreglar el tiempo solo para crear más problemas si nuestras aventuras no has enseñado algo, es que los peligros de hablar con alguien, infectando el tiempo son demasiado grandes. Albus, entonces necesitamos hablar a él en el futuro. Necesitamos enviar un mensaje a papá. Scorpius, pero no tenemos una lechuza que pueda viajar en el tiempo. Y él no tiene un gira tiempos. Albus, le enviamos un mensaje a papá, él encontrará una manera de regresar aquí. Así sea que tenga que construir un gira tiempos él mismo. Scorpius, enviamos un recuerdo como un pensamiento para t i frente a él y e n v í a un mensaje, espero que él busque en sus recuerdos exactamente en el momento correcto. Quiero decir, es poco probable, pero. Para ti enfrente del bebé y s o l o di repetidamente ayuda. Ayuda. Ayuda. Bueno esto podría traumatizar al bebé ligeramente. Albus, solo un poco. Scorpius, un poco de trauma ahora es nada comparado con lo que está pasando. Y tal vez después cuando él lo piense más tarde él pueda recordar las caras de nosotros gritándole. Albus, ayuda. Scorpius mira a Albus. Scorpius, tienes razón. Es una idea terrible. Albus, saís una de tus peores ideas. Scorpius, lo tengo. Lo entregamos nosotros mismos esperamos 40 años y la entregamos. Albus, no hay un manera una vez Delphi haya arreglado el tiempo como ella quiere que sea, ella enviará ejércitos para buscarnos matarnos guión. Scorpius, entonces nos escondemos en un agujero. Albus, tan placentero como suene el esconderme en un agujero contigo por los próximos 40 años. Ellos nos encontrarán. Y moriremos y el tiempo. Estará estancado en una posición errónea. No. Necesitamos hacer algo que podamos controlar, algo que sepamos que él conozca exactamente el momento correcto donde estamos. Necesitamos un guión. Scorpius, no hay nada. De todas maneras, si tuviera que escoger la compañía de alguien para estar en el regreso de la oscuridad eterna, te escogería a ti. Albus, sin ofender, pero yo escogería a alguien más grande y realmente bueno en magia. Lily sale de la casa con el bebé Harry en un cochecito, ella le pone cuidadosamente una manta a el bebé. Su manta. Ella está envolviéndolo con su manta. Scorpius, bueno. Es un día moderadamente frío. Albus, él siempre decía es la única cosa que él tenía de ella. Mira el amor con el que ella se lo pone creo que a él le gustará saber eso. Desearía poder decírselo. Scorpius, y yo desearía poder decirle a mi papá bueno, no estoy seguro de qué. Creo que me gustaría decirle que hay ocasiones en donde soy capaz de ser más valiente de lo que él podría pensar que soy. Albus tiene un pensamiento. Albus, Scorpius mi papá aún tiene esa manta. Scorpius, eso no funcionaría. Si escribimos un mensaje en ella ahora, incluso muy pequeño, él lo leerá muy pronto. El tiempo será echado a perder. Albus, ¿qué sabes acerca de pociones de amor? ¿Cuál es el ingrediente que todas contienen? Scorpius, entre otras cosas, polvo de perla. Albus, el polvo de perla es relativamente un ingrediente raro, ¿cierto? e Scorpius, principalmente porque es bastante caro. ¿De qué se trata esto Albus? Albus, papá y yo tuvimos una pelea el día antes de ir a la escuela. e Scorpius, de eso soy consciente. Creo que eso fue lo que hizo que entráramos en este desastre. Albus, yo arroje la manta en la habitación. Colisionó con la poción de amor que el tío Ron medio como una broma. e Scorpius, él es un tipo gracioso. Albus, la poción se derramó y la manta se cubrió de eso. Y tengo entendido que mamá no dejó que papá tocara esa habitación desde que me fui. Scorpius, entonces? Albus, entonces se está acercando la víspera de Navidad en su tiempo y en el de nosotros también ahora. Y él me dijo que él siempre encuentra esa manta, él la busca siempre en la víspera de Navidad fue la última cosa que su mamá le dio a él entonces él la buscará en mi habitación y cuando la encuentre. Scorpius, no. Aún no te entiendo. Albus, ¿qué reacciona con el polvo de perla? Scorpius, bueno, se ha dicho que si la tintura de Demigise y el polvo de perla se encuentran. Ellas queman. Albus, y esta tintura, él no está seguro de cómo decir la palabra, Demigise, es visible para el ojo común? Scorpius, no. Albus, entonces si obtuviéramos la manta y escribiéramos en ella con la tintura de Demigise, entonces. Scorpius, Eureka, nada reaccionaría con ella hasta que haga contacto con la poción de amor. En tu habitación. en e l presente. Por Dumbledore, me encanta. Albus, solo necesitamos encontrar afuera algo de. de Miguises. Scorpius, ¿sabes? Los rumores dicen que Batilda Basot nunca vio el punto de cerrar sus puertas a magos y brujas. La puerta se balancea abierta. El rumor es cierto. Es hora de robar algunas varitas y h acerpaciones. Acto 4, escena 6. Casa de Harry y g i n n y p o t e r habitación de Albus. Harry está sentado en la cama de Albus. g i n n y e n t r a Ella lo mira. g i n n y me sorprende encontrarte aquí. Harry, no te preocupes, no he tocado nada. Tu santuario está preservado. Él se estremece, lo siento. Mala elección de palabras. g i n n y no dice nada, Harry la mira. Sabes he tenido unas muy terribles vísperas de Navidad, pero esta indudablemente es la segunda peor. g i n n y estaba equivocada al culparte. Siempre te acuso de saltarte las cosas y fui yo la que Albus desapareció y asumí que fue tu culpa. Siento haber hecho eso. Harry, ¿no crees que esto es mi culpa? g i n n y Harry, él fue secuestrado por una poderosa bruja oscura, ¿cómo puede eso ser tu culpa? Harry, lo alejé. Hice que la siguiera ella. g i n n y ¿podemos no tratar esto como si la batalla ya estuviera perdida? g i n es cierta. Harry c o m i e n z a a llorar. Harry, lo siento, g i n Yeni, ¿no me estás escuchando? Lo siento también. Harry, no debía haber sobrevivido mi destino era morir hasta Dumbledore lo pensaba y sigo vivo. Vencía a Voldemort. Toda esa gente, todas esas personas mis padres, Fred, los caídos signos de interrogación abierta y soy yo el que vive? ¿Cómo es eso? Todo ese daño y es mi culpa. Yeni, ellos hubiesen sido asesinados por Voldemort. Harry, pero si lo hubiese detenido antes? Toda esa sangre en mis manos. Y ahora nuestro hijo ha sido tomado también guión. g i n n y él no está muerto. ¿Me escuchas, h a r r y Él no está muerto. Ella toma a Harry en sus brazos. Hay una gran pausa llena de infelicidad. Harry, el niño que vivió. ¿Cuántas personas tuvieron que morir por el niño que vivió? Harry se balancea un momento, inseguro. Después nota su manta. Él camina hacia ella. Esta manta es todo lo que tengo, sabes. De esa víspera de n a vida. d Esto es todo lo que tengo para recordarlo s a ellos. Y mientras que John. Él recoge la manta. Descubre que tiene agujeros en ella. Él la mira consternado. Tiene agujeros en ella. La estúpida poción de amor de Ron la ha quemado. Justo a través de ella. Mírala. Está arruinada. Arruinada. Él abre la manta. Hay algo escrito quemado. Él se sorprende. ¿Qué? g i n n y Harry, tiene algo escrito John. En otra parte del escenario, Albus y Scorpius aparecen. Albus, papá. Scorpius, ¿empezaremos con papá? Albus, así él sabrá que es de mi parte. Scorpius, Harry es su nombre. Podríamos empezar con Harry. Albus, ¿empezamos con papá? Harry, papá dice, signo de interrogación abierta papá? No se puede distinguir. Scorpius, papá, ayuda. Y en I. Signo de interrogación abierta hola. Ahí dice hola. Y luego. Bien. Harry. Papá hola bien hola. Date yo go de yo, no. Esto es. Una broma extraña. Albus. Papá. Ayuda. Vaya de g o d r i c k Yini, dame eso. Mi vista es mejor que la tuya. Sí. Papá hola bien eso no es hola otra vez, es a yo go vaya.、Eh? Y después algunos números, son claros guión guión uno menos uno, cero menos uno, ¿Es esto uno de esos números de teléfono m a g e s ¿O un número de referencia o una? Harry mira, y muchos pensamientos pasan por su cabeza al mismo tiempo. Harry, no. Es una fecha. 31 de octubre, 1981. La fecha en que mis padres fueron asesinados. g i n n y mira a Harry, y después a la manta. g i n n y no dice hola, dice ayuda, dice ayuda. Harry, papá punto ayuda. Vaya de Goderick. 31 barra barra 81 es un mensaje. Chico listo me dejó un mensaje. Harry besa a g i n n y fuerte. g i n n y Albus escribió esto. Harry, y me dijo dónde están ellos y en qué momento del tiempo están. Ahora sabemos dónde está ella, sabemos dónde podemos pelear con ella. Él la besa otra vez. g i n n y no los tenemos a ellos aún de vuelta. Harry, enviaré una lechuza a Hermión. Tú envíe una draco. Dile que nos veremos en el Valle de g o d r i c con el g i r a tiempos. g i n n y y eso es en ustedes, ¿cierto? Ni siquiera te atrevas a pensar que van a ir sin mí, Harry. Harry, por supuesto que vendrás. Tenemos una oportunidad, g i n n Y Y por Dumbledore eso es todo lo que necesitamos una oportunidad. Acto 4, Escena 7. Valle de g o d r i c Ron, Hermión, Draco, Harry y g i n n y caminan en el presente, en el Valle de g o d r i c Una zona de mercadeo, se. Ha expandido a través de los años. Hermión deben、no、haber pasado 20 años. Y en I, soy solo yo hay más Magels ahora. Hermión, se vuelve más popular los fines de semana, para descansar. Draco, puedo ver p o r q u é mira los techos de paja. ¿Y ese es un mercado de agricultura? Hermión se enfoca a Harry quien está mirando a su alrededor, abrumado por todo lo que está viendo. Hermión, ¿recuerdas la última vez que estuvimos aquí? Se siente como en los viejos tiempos. Ron, viejos tiempos con algunas molestas colas de caballos, añadidos al grupo. Draco conoce una indirecta cuando escucha una. Draco, puedo decir que John. Ron, Malfoy, tú puedes estar todo lo familiar que quieras con Harry, y puede que hayas hecho un relativamente buen niño, pero dijiste cosas muy injustas hacia mi esposa. Hermión, y tu esposa no necesita que pelees sus batallas por ella. Hermión mira enfurruñada Ron. Ron recibe el golpe. Ron, bien. Pero si dices una cosa cerca de ella o de mí. Draco, ¿qué harás, w e a s l e y Hermión, él te abrazará. Porque estamos todos en el mismo equipo, ¿cierto, Ron? Ron, vacilando la cara con su mirada inquebrantable, bien. Yo, um, yo creo que tienes un muy bonito cabello, Draco. Hermión, gracias, esposo. Ahora, este parece un buen lugar. Hagámoslo. Draco saca al giratiempo este comienza a girar salvajemente mientras los otros toman sus lugares alrededor. Y hay una ráfaga de luz gigante. Un ruido. Y el tiempo se detiene. Y empieza a ir hacia atrás, él comienza lento. Y después acelera. Ellos miran alrededor de ellos. Ron, entonces? ¿Funcionó? Acto 4, Escena 8. Valle de Godric, un cobertizo, 1981. Albus se queda asombrado de ver a g i n n y y después a Harry, y después ve al resto de la feliz banda, Ron, Draco y Hermión. Albus, mamá. Harry, Albus Severus Potter, estamos contentos de verte. Albus corre y se tira hacia los brazos de g i n n y y j e n n i lo recibe encantada. Albus, ¿recibieron nuestra nota? g i n n y recibimos tu nota. Scorpius trota hacia su papá. Draco, podemos abrazarnos también si tú quieres. Scorpius mira a su papá, inseguro por un momento. Y luego se dan un medio abrazo de una manera incómoda. Draco sonríe. Ron, ahora, ¿dónde está esa Delphi? Scorpius, ¿saben acerca de Delphi? Albus, ella está aquí, ella está tratando de matarte, creemos. Antes de que Voldemort se maldiga a sí mismo. Ella va a matarte y así romperá la profecía y... Hermión, sí, pensamos que eso podría hacer también. ¿Saben dónde está ella específicamente ahora? Scorpius, ella desapareció. Como hicieron como hicieron, sin el giro a tiempos guión. Harry, interrumpiendo. Esa es una historia larga y complicada, Scorpius. Y no tenemos tiempo para eso. Draco s o n r í a Harry agradecido. Hermión, Harry tiene razón. El tiempo es esencial. Necesitamos tener la gente en posición. Ahora, el valle de Godric no es un lugar grande pero ella podría llegar de cualquier dirección. Entonces necesitaremos algo que nos dé una buena vista del pueblo. Que nos permita observar varios lugares claramente, y lo más importante, mantenernos escondidos, porque no podemos arriesgarnos a que nos vean. Todos están pensando. Creo que la iglesia de Saint-Jerome cumple con todos esos requisitos, ¿cierto? Acto 4, Escena 9. Valle de Godric, iglesia de Saint-Jerome, Santuario, 1981. Albus está durmiendo en un banco de la iglesia. y i n n y lo observa con cuidado. Harry está mirando por las ventanas opuestas. Harry, no. Nada. ¿Por qué no esté ella aquí? y i n n y estamos juntos, tu mamá y papá están vivos podemos cambiar el tiempo, Harry, podemos acelerarlo. Ella vendrá cuando esté lista, y nosotros estaremos listos para ella. Ella mira la forma de dormir de Albus. O algunos de nosotros l o estaremos. Harry, pobre niño, pensaba que tenía que salvar el mundo. Yini, ese pobre niño ha salvado el mundo. Esa m a n t a fue brillante. Quiero decir, él también casi destruye el mundo, pero probablemente es mejor no enfocarse en eso. Harry, ¿crees que él está bien? Yini, está llegando a eso, solo que podría tomarle un poco más de tiempo. Y a ti también. Harry sonríe. Ella mira atrás a Albus, Harry lo hace también. ¿Sabes? Después de abrir la cámara de los secretos, después de que Voldemort me embrujara con ese terrible diario, y yo casi destruyo todo guión. Harry, lo recuerdo. g i n n y después de salir del hospital, todos me ignoraron, me dejaron afuera hasta que, el chico que tenía todo quien salió de la sala común de Gryffindor y me desafió a una partida de naipes explosivos. La gente creía que conocían todo lo que había que saber de ti, pero las mejores partes de ti, siempre han sido, heroicas a su manera. Mi punto es que después de todo eso, Yo solo recuerdo que podías hacer eso a la gente, pero particularmente a los niños, solo querías a alguien para jugar naipes explosivos. No juzgaste. Harry, ¿crees que eso es lo que he perdido? ¿Signo de interrogación abierta naipes explosivos? g i n n y no, pero el amor que sentí por ti ese día no estoy segura de que Albus sienta eso. Harry, haría cualquier cosa por él. g i n n y Harry, tú harías cualquier cosa por cualquier persona. Eres bastante feliz de sacrificarte a ti mismo por el mundo. Él necesita sentir un amor específico. Eso lo volverá más fuerte. Y a ti también. Harry, sabes, no fue hasta que pensé que algo se había ido que verdaderamente entendí lo que mi madre hizo por mí. Un contraencantamiento tan poderoso que fue capaz de repeler el hechizo de muerte. Y en mí, y, y el único hechizo que Voldemort no pudo entender, el amor. Harry, yo amo específicamente a él, y en mí. Y. y en mí. Lo sé, pero él necesita sentir eso. Harry, soy muy afortunado de tenerte, ¿cierto? g i n n y extremadamente. Y estaría encantada de discutir qué tan afortunado eres en otro momento. Pero por ahora debemos concentrarnos en detener a Delphi. Harry, nos estamos quedando sin tiempo. Un pensamiento pasó por la cabeza de g i n n y g i n n y a menos que Harry, q u i e r e a alguien más signo de interrogación abierta por qué escogió ella este momento? Hoy. Harry. Porque este es el día que todo cambia. g i n n y ahora mismo tienes cerca de un año cierto? Harry, un año y tres meses. g i n n y eso es un año y tres meses en donde ella podría haberte matado. Incluso ahora, ella ha estado en el Valle de Godri por 24 horas. ¿Qué está esperando ella? Harry, sigo sin entenderte completamente, John. g i n n y q u é si ella no está esperando por ti? Ella está esperando por él. Para detenerlo. Harry, ¿qué? Yini, d e l f h i escogió esta noche porque él está aquí. Porque su padre viene. Ella quiere conocerlo. Estar con él. El padre que ella ama. Los problemas de Voldemort comenzaron cuando él te atacó. Si él no hace eso. Harry, él solo se volverá más poderoso la oscuridad solo será más oscura. Yini, la mejor manera de romper la profecía es no matar a Harry Potter, es detener a Voldemort de hacer algo de eso. Acto 4, Escena 10. Valle de Godric, Iglesia San Jerón, 1981. El grupo está consternado y confundido. Ron, entonces déjame entender los signos de interrogación abierta. Pelearemos para defender a Voldemort. Albus, Voldemort asesinando a mis abuelos. Voldemort tratando de asesinar a mi papá. Hermión, por supuesto, y Eni. Delphi no está tratando de matar a Harry. Ella va a tratar de detener a Voldemort de tratar de matar a Harry. Brillante. Draco. Entonces, signo de interrogación abierta solo esperamos? Hasta que Voldemort aparezca? Albus, ¿ella sabe cuándo él aparecerá? ¿No ha estado allá aquí por 24 horas porque no está segura de cuándo él llegue y en qué dirección? Los libros de historia corrígeme si me equivoco. Scorpius, signo de interrogación abierta no muestran nada acerca de en qué momento llega Voldemort al Valle de Godric. Scorpius y Hermión, no, estás equivocado. Ron, caray. Hay dos de ellos. Draco. Entonces, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor? Albus, ¿sabes en qué soy realmente bueno? Harry, hay muchas cosas en las que eres bueno, Albus. Albus, la poción multijugos. Y creo que Batilda Basot podría tener todos los ingredientes para la poción multijugos en su sotano. Podemos hacer una poción multijugos de Voldemort y atraerla a ella hacia nosotros. Ron, para usar la poción multijugos necesitas algo de ese alguien, no. Tenemos nada de Voldemort. Hermión, pero me gusta el concepto. Un ratón de mentira para su gato. Harry, ¿qué tan cerca podemos obtener el resultado con la transfiguración? Hermión, sabemos cómo luce él. Y tenemos unos excelentes magos y brujas aquí. g i n n y q u i e r e s transformarte en Voldemort? Albus, es la única manera. Hermión, es la única, ¿cierto? Ron da un paso adelante valientemente. Ron, entonces me gustaría hacerlo creo que podrías ser él. Quiero decir, no lo seré, no es exactamente agradable ser Voldemort, pero sin querer sobrevalorarme soy probablemente el más frívolo de ustedes. Entonces tal vez transformarme en él en el Señor Oscuro, me hará menos daño a mí que a algunos de ustedes gente intensa. Harry se aleja, introspectivo. Hermión, ¿a quién estás llamando intensa? Draco, también me gustaría ser voluntario. Pienso que ser Voldemort requiere de precisión sin ofender, Ron y tener conocimiento de magia oscura y guión. Hermión. También quiero ser voluntaria. Como ministro de magia pienso que es mi responsabilidad y derecho. Scorpius, tal vez deberíamos hacer un sorteo. Guion. Draco, no vas a ser voluntario, Scorpius. Albus, en realidad Guion. y i n n y no, no hay manera. Creo que están mal. Sé lo que es tener esa voz dentro de tu cabeza no la tendré en mi mente otra vez Guion. Todos voltean hacia Harry. Draco, ¿qué? Harry. Para que este plan funcione ella tiene que creer que es él, sin vacilación. Ella usará la lengua parcel a y sé que hay una razón para que yo tenga aún esa habilidad. Pero más que eso, yo sé lo que se siente ser él. Sé lo que es ser él. Tengo que ser yo. Ron, basura. Hermosamente dicho pero basura. No hay manera de que vayas a hacerlo g John. Hermión, temo que tienes razón, mi viejo amigo. Ron, Hermión, estás equivocada. Voldemort no es alguien que quieras ser ariño、no、r debería g John. Yin y, y detesto estar de acuerdo con mi hermano, pero Yon. Ron, él podría quedar atascado como Voldemort para siempre. Hermión, también cualquiera de nosotros. Sus preocupaciones son válidas, pero. Harry, espera, Hermión. Yin. Yin y Harry hacen contacto visual. No lo haré si no quieres que lo haga. Pero siento que es la única manera, estoy equivocado. Yin y piensa un momento y después suavemente asiente. El rostro de Harry se endurece. Yini, tienes razón. Harry, entonces hagamos esto. Draco, no necesitamos discutir la ruta que tomarás. Elmion. Harry, ella está esperando por él. Ella llegará a mí. Draco, ¿y después qué? Cuando ella esté contigo. ¿Tengo que recordarte que es una bruja muy poderosa? Ron, fácil. Él la tiene. Nosotros le damos juntos. Draco, ¿le damos? h e r m i o n mira alrededor de la habitación. Hermión, nos esconderemos detrás de esas puertas. Si la puedes traer ahí hasta este punto, Harry John. Ella indica el punto en donde hay una luz de la ventana rosa que se refleja en el piso. Luego nosotros venimos y nos aseguramos de que ella no tenga chance de escapar. Ron mirando a Draco, y luego le damos a ella. Hermión, Harry, última oportunidad. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Harry, sí, puedo hacerlo. Draco, no, hay muchas. ¿Qué pasa si hay muchas cosas que pueden salir mal? La transformación podría no sostenerse, ella podría darse cuenta si ella se nos escapa. No hay manera de saber el daño que puede hacer. Necesitamos tiempo para armar un plan apropiado, para Guion. Albus, Draco, confía en mi papá. Él no nos defraudará. Harry mira a Albus conmovido. Hermión, varitas. Todo el mundo agita su varita hacia Harry. Hay una luz que parece abrumadora. La transformación es lenta y monstruosa. Y luego la forma de Voldemort emerge de Harry. Y es horrible. Él voltea. Mira alrededor a sus amigos y familia. Ellos lo miran espantados. Ron, sangriento infierno. Harry barra Voldemort, entonces, ¿funcionó? g i n n y gravemente, sí. Funcionó. Acto 4, escena 11. Valle de Godric, Iglesia San Jerón, 1981. Ron, Hermión. Draco y Albus se quedan en la ventana. Mirando hacia afuera. g i n n y no puede ver, ella está atrás. De ellos. Albus se da cuenta que su mamá está sentada aparte. Él camina hacia ella. Albus, todo saldrá bien, lo sabes, mamá. g i n n y lo sé. O espero que así sea. Yo solo no quiero verlo así. El hombre que amo con la apariencia del hombre que odio. Albus se sienta al lado de su mamá. Albus, me gustaba, ¿sabes? Realmente me gustaba ella. Delphi. ¿Y ella era la hija de Voldemort? g i n n y eso es en lo que son bueno ellos, Albus atrapando inocentes en su red. Albus, todo esto es mi culpa. g i n n y toma a Albus a en sus brazos. g i n n y qué gracioso. Tu papá parece pensar que todo es su culpa. Extraña pareja son ustedes dos. Scorpius, esa es ella. Esa es ella, ella lo vio. Hermión, en posición todos y recuerden. No salgan hasta que ella esté en esa luz solo tenemos una oportunidad en esto. No podemos arruinarlo. Todos se mueven rápido. Draco, Hermión Greiner. Yo he sido mandado por Hermión Greiner. Ella voltea hacia él. Él sonríe, y estoy medio disfrutándolo. Scorpius, papá. Ellos se dispersan. se esconden entre dos grandes puertas. Harry barra Voldemort entra a la iglesia. Él camina un par de pasos y luego voltea. Harry Barra Voldemort, cualquier bruja o mago que me está siguiendo, te aseguro te arrepentirás. d e l f h i sale detrás de él. Ella está obligada por él. Este es su padre y este es el momento que ella ha esperado toda su vida. d e l f h i Lord Voldemort. Soy yo. Yo lo estoy siguiendo. Harry Barra Voldemort, no te conozco, déjame solo. Ella respira profundamente. d e l f h i soy tu hija. Harry Barra Voldemort, si fueras mi hija, yo te conocería. d e l f i lo mira implorante. d e l f i soy del futuro. La hija de Beatrix Lestrange y tuya. Nací en la mansión Malfoy antes de la batalla de Hogwarts. Una batalla que vas a perder. He venido para salvarte. Harry Barra Voldemort voltea. Ella lo ve a los ojos. Fue Rodolphus Lestrange, el esposo leal de Beatrix, quien después de su regreso a Azkaban me dijo quién era y me reveló la profecía que él pensó estaba destinada para completar. Soy tu hija, señor. Harry Barra Voldemort, me es familiar Beatrix l l y veo ciertas similitudes en tu cara, pero no has heredado lo mejor de ella. Pero sin pehuevas. Delfi habla intensamente en lengua parcel. Harry Barra Voldemort se ríe viciosamente. Signo de interrogación abierta ¿esa es as tu prueba. Delfi sin esfuerzo se eleva en el aire. Harry Barra Voldemort da un paso atrás asombrado. Delfi, soy el augure para ti señor oscuro, y estoy lista para darte todo lo que tengo para servirte. Harry Barra Voldemort, tratando de no mostrar su sorpresa, ¿tú aprendiste a volar signo de interrogación abierta de mí? Delfi, he tratado de seguir tus pasos. Harry Barra Voldemort, nunca he conocido una bruja o mago quien se atreva a creerse mi igual antes. Delfi, no te equivoques no proclamo ser mejor que tú, mi señor. Pero he dedicado mi vida desde ni ñ a a s e r una hija de la que puedas enorgullecerte. Harry Barra Voldemort, interrumpiendo, veo lo que eres, y veo lo que podrías ser, hija. Ella lo mira. Él se mueve desesperadamente. d e l f h i padre. Harry barra Voldemort, juntos, el poder que podemos tener. d e l f h i padre. Harry barra Voldemort, ven aquí, en la luz, así puedo examinar lo que mi sangre ha hecho. d e l f h i tu misión es un error. Atacar a Harry Potter es un error. Él te destruirá. La mano de Harry barra Voldemort se convierte en la mano de Harry. Él la mira, asombrado y luego inmediatamente la guarda en su túnica. Harry Barra Voldemort, él es un bebé. Delphi, él tiene el amor de su madre. Tu hechizo rebotará, destruyéndote a ti y haciéndolo a él poderoso y a ti débil. Tú estarás consumido los próximos 17 años en una batalla con él. Una batalla que perderás. El cabello de Harry Barra Voldemort comienza a crecer, él lo siente, él trata de esconderlo punto y pone su capucha sobre su cabeza. Harry Barra Voldemort, entonces no lo atacaré. Tienes razón. d e l p h padre. Harry barra Voldemort se encoge él es ahora más Harry que Voldemort. Él se pone de espaldas a Delphi. Signo de interrogación abierta padre. Harry, tratando desesperadamente de seguir sonando como. Voldemort, tu plan es bueno. La pelea se cancela. Me ha servido bien, ahora ven a la luz para poder verte bien. Delphi ve una puerta ligeramente abierta y luego ser cerrada. Ella la enfrenta, pensando rápidamente, sus sospechas creciendo. Delphi, padre. Ella trata de d i l u m b r a r su cara otra vez hay casi una d a n z a pasando en esta escena. Tú no eres Lord Voldemort. d e l f h i saca su varita. Harry la enfrenta. Incendió. Harry, incendió. Los rayos chocan en una hermosa explosión en la mitad del salón. Y con la otra mano d e l f i lanza rayos a las dos puertas tratando de abrirla. d e l f h i Potter. Coyo por tus. Harry mira la puerta, consternado. Signo de interrogación abierta que Pensaste que tus amigos iban a unirse cierto? Hermión, desde afuera, Harry. Harry. y i n n y desde afuera, ella selló las puertas de tu lado. Harry, bien. Lidiaré contigo a solas. Él se mueve para atacarla de nuevo. Pero ella es de lejos más fuerte. La varita de Harry asciende hacia ella. Él está desarmado. Él necesita ayuda. Signo de interrogación abierta como lo hiciste. ¿Qué eres? d e l f i Te he observado por mucho tiempo, Harry Potter. Te conozco mejor que a mi padre. Harry, ¿crees que aprendiste mis debilidades? d e l f h i he estudiado para ser mejor que él. Sí, aunque él es el mejor mago de todos los tiempos, él estaría orgulloso de mí. Expulso. Harry rueda lejos del piso que explota al lado de él. Él se arrastra debajo de una banca de la iglesia, tratando de pensar en cómo pelear con ella. Signo de interrogación abierta te estás arrastrando lejos de mí? Harry Potter. El héroe del mundo mágico. Arrastrándose como una rata. Winardium leviosa. Guión. Las bancas de la iglesia ascienden por el aire. La pregunta es si vale mi tiempo el matarte sabiendo que tan pronto detenga a mi padre. Tu destrucción estará asegurada. ¿Cómo decidir? Oh, estoy aburrida, te mataré. Ella envía con fuerza hacia él la banca de la iglesia. Se rompe mientras él rueda desesperamente lejos. Albus entra desde una raja en el piso. Nadie se da cuenta. Abada g i ó Albus, papá. Harry, Albus. No. d e l f h i dos de ustedes? Decisiones, decisiones. Creo que mataré al chico primero. Abada k e dabra. Ella dispara la maldición asesina a Albus pero Harry lo arroja fuera del camino. El rayo golpea el piso. Él dispara un rayo de vuelta. Signo de interrogación abierta crees que eres más fuerte que yo? Harry, no. No lo soy. Ellos disparan rayos sin piedad el uno a la otra. Mientras Albus rueda rápidamente y lanza hechizos en una puerta y la otra. Pero nosotros sí. Albus abre las puertas con su varita. Albus, a lo amora. A lo amora. Harry, nunca he peleado solo, como ves, y nunca lo haré. Y Hermione, Ron,、Gin、y n i d r a c o entran por las puertas, y disparan sus hechizos hacia d e l f h i quien grita en su desesperación. Esto es titánico. pero ella no puede pelear con todos ellos. Hay una serie de golpes y luego, abrumada, d e l f h i se tumba al suelo. d e l f h i no no. Hermión, b r a c h i v i n d o Ella está atada. Harry avanza hacia d e l f h i Él no quita sus ojos de encima de ella. Los demás se mantienen atrás. Harry, Albus, ¿estás bien? Albus, sí, papá, estoy bien. Harry sigue sin quitar la vista de d e l f h i Él sigue asustado de ella. Harry, g i n n y él ha salido lastimado? Necesito saber que él está a salvo. g i n n y él insistió. Él era el único lo suficientemente pequeño para pasar por esa raja en el piso. Traté de detenerlo. Harry, solo dime que él está bien. Albus, estoy bien papá, lo prometo. Harry sigue avanzando hacia d e l f h i Harry, mucha gente ha tratado de herirme pero a mi hijo. Te atreviste a lastimar a mi hijo. d e l f h i solo quería conocer a mi padre. Esas palabras toman a Harry por sorpresa. Harry, no puedes rehacer tu vida. Siempre serás una huérfana. Eso nunca te dejará. d e l f h i solo déjame verlo. Harry, no puedo y no lo haré. d e l f h i verdaderamente lamentándolo, entonces mátame. Harry piensa un momento. Harry, no puedo hacer eso tampoco. Albus, ¿qué? Papá, ella es peligrosa. Harry, no. Albus. Albus, pero ella es una asesina, la he visto asesinar. Harry voltea y mira a su hijo y a g i n n y Harry, sí, Albus ella es una asesina, y nosotros no lo somos. Hermión, tenemos que ser mejores que ellos. Ron, sí, es molesto, pero eso es lo que aprendimos. d e l f i toma mi mente, coge mi memoria. Hazme olvidar quién soy. Ron, no. Te llevaremos de vuelta en nuestro tiempo. Hermión, y tú irás a Azkaban. Lo mismo que tu madre. Draco, ¿dónde te pudrirás? Harry escucha un ruido. Un ruido silbante. Y entonces hay un sonido como la muerte, un sonido como el que nunca hemos escuchado antes. Harry Potter. Scorpius, ¿qué es eso? Harry, no. No. Aún no. Albus, ¿qué? Ron, Voldemort. Delphi, padre. Hermión, ¿ahora? ¿Aquí? Delphi, padre. Draco, silencio. Delphi es amordazada John Wingardium leviosa. Ella es enviada hacia arriba lejos. Harry, él está llegando, él está llegando ahora mismo. Voldemort aparece por la parte de atrás del escenario, y lo atraviesa, camina hacia el auditorio. Él trae muerte con él. Y todos lo saben. Acto 4, escena 12. Valle de Godric, 1981. Harry mira a Voldemort sin poder hacer nada. Harry. Voldemort va a matar a mi mamá y papá y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Draco, eso no es cierto. Scorpius, papá, ahora no es el momento. Albus, hay algo que puedes hacer para detenerlo. Pero no lo harás. Draco, eso es heroico. g i n n y toma la mano de Harry. g i n n y no tienes que mirar, Harry, podemos ir a casa. Harry, estoy dejando que pase. Por supuesto que tengo que mirar. Hermión. Entonces todos seremos testigos. Ron, miraremos. Escuchamos voces desconocidas. James, desde afuera, Lily, toma a Harry y vete. Es él. Vete. Huye. Yo lo mantendré alejado. Hay una explosión, y luego una risa. Mantente lejos, entiendes, aléjate. Voldemort, desde afuera, Abada que dabra. Harry ve flashes verdes alrededor del auditorio. Albus toma su mano, Harry la aprieta. Él lo necesita. Albus, él hizo todo lo que podía. Yin se pone a su lado y toma la otra mano de Harry. Él se apoya en ellos, ellos lo están apoyando. Harry, esa es mi mamá, en la ventana. Puedo ver a mi mamá, ella luce hermosa. Hay un sonido de golpear las puertas y las destruyen. Lily, desde afuera, a Harry no, a Harry no, por favor a Harry no. Voldemort, desde f u e r a apártate, tu chica ridícula. Apártate, ahora. Lily, desde afuera, a Harry no, por favor no, tómame a mí, matame a mí en vez de a él. Voldemort, desde afuera, esta es mi última advertencia guión. Lily, desde afuera, a Harry no, por favor. t e n p i e d a d t e n p i e d a d A mi hijo no. Por favor no haré nada. Voldemort, desde afuera, a Bada quedabra. Y es como si una luz pasara a través del cuerpo de Harry. Él se ha enviado al piso con una mezcla de dolor. Y un ruido como un grito sofocado desciende y asciende alrededor de nosotros. Y solo miramos y lentamente lo que estaba aquí ya no está aquí el escenario se transforma y rota y Harry, su familia y amigos están rotando también. Acto 4, escena 13. Valle de Godric, dentro de la casa de James y Lily. Potter, 1981. Y estamos en las ruinas de una casa. Una casa que a simple vista fue víctima de un ataque de mente. a g r i d camina hacia las ruinas. Agri, James? Él mira hacia sí mismo. Signo de interrogación abierta l i l i Él camina lentamente, reacio a ver demasiado, muy pronto. Está totalmente abrumado. Y luego los ve a ellos, se detiene, y no dice nada. Oh. Oh. Ese no es ese no es yo no estaba ellos me dijeron, pero tenía la esperanza de algo mejor que. Él los mira e inclina su cabeza. Él murmura unas pocas palabras, y luego él saque unas flores dañadas desde sus profundos bolsillos y las deja en el piso. Lo siento, ellos me dijeron, él me dijo, Dumbledore me dijo, que no puedo quedarme por mucho tiempo. Verán los Magels están llegando. Con sus f r a s e s azules y no apreciarán a un semigigante como yo. ¿Lo harían? Él deja escapar un sollozo. Es difícil irse. Quería que supieran no serán olvidados no por mí, no por ningún tonto. Y luego él escucha un sonido el sonido de un bebé sollozando. Agrid voltea hacia él, caminando con más intensidad ahora. Él mira abajo y se para enfrente de la cuna. La cual parece irradiar luz. Bueno. Hola. Debe ser Harry. Hola, Harry Potter. Yo soy Rubeus Agrid. Y voy a ser tu amigo, te guste o no. Porque pensarás que no nos conocemos aún. Pero si、sí、vas a necesitar tener amigos. Ahora, es mejor que vengas conmigo. ¿No lo crees? Y luego unas luces azules llenan la habitación, él pone al bebé con cuidado en sus brazos. Y entonces sin mirar atrás, él se lo lleva de la casa. Y descendemos hacia un lugar negro. Acto 4, escena 14. Hogwarts, salón de clases. Scorpius y Albus corren a una habitación, emocionados. Ellos tiran la puerta detrás de ellos. Scorpius, no puedo creer que hice eso. Albus. No puedo creer que tú lo hicieras tampoco. Scorpius, Roger e n i e r g w a s l e y Le pedí salir conmigo a Roger e n i e r g w a s l e y Albus, y ella dijo que no. Scorpius, pero le pregunté. Planté la semilla. La semilla que crecerá hasta eventualmente nuestro matrimonio. Albus, eres consciente de que estás siendo un poco fantasioso. Scorpius, y estoy de acuerdo contigo, solo Polly Chapman me preguntó si quería ir al baile de la escuela. Albus. En una realidad alternativa donde eras significativamente, de verdad significativamente más popular, es decir una chica diferente te pidió salir, y eso significa John. Scorpius, y si, la lógica dice que debería estar persiguiendo a Pollo dejando que ella me p e r s i g a a mí, ella es una belleza notoria, después de todo. Pero Rose es una rosa. Albus, sabes que la lógica dice que eres un fenómeno? Rose te detesta. Scorpius, corrección, ella solía detestarme. Pero viste la mirada en sus ojos cuando le pregunté? Eso no era odio, pero era lástima. Albus, ¿y la lástima es buena? Scorpius, la lástima es un cominezo. Mi amigo, es el principio para construir un palacio un palacio de amor. Albus, honestamente pienso que seré el primero de los dos en tener novia. Scorpius, oh, tú lo serás, sin duda alguna, probablemente con esa nueva profesora de pociones con ojos ahumados ella es bastante mayor para ti, ¿cierto? Albus, no tengo una cosa con las mujeres mayores. Scorpius, y tienes tiempo mucho tiempo para seducirla. Porque con Rose me tomará años de persuadirla. Albus, admiro tu confianza. Rose pasa cerca de ellos por las escaleras. Ella los mira a los dos. Rose, hola. Ninguno de los chicos le responde ella mira a Scorpius. Esto solo será raro si dejas que sea raro. Scorpius, recibido y completamente entendido. Rose, ok. Rey Scorpion. Ella se aleja con una sonrisa en su cara. Scorpius y Albus se miran. Albus hace una mueca y golpea a Scorpius en el brazo. Albus, tal vez tengas razón, la lástima es un comienzo. Scorpius, te vas a dirigir al juego de Quidditch. s l y t h e r i n está jugando contra Uflepuffes uno grande yón. Albus, pensé que odiábamos a Quidditch. Scorpius, las personas pueden cambiar. Además he estado practicando. Creo que podría entrar al equipo eventualmente, vamos. Albus, no puedo, mi papá organizó en ir o a d i o n Scorpius, él está tomando un tiempo lejos del ministerio? Albus, él quiere ir a caminar tiene algo que mostrarme, compartir conmigo algo. Scorpius, un paseo? Albus, yo sé, creo que es una cosa de unión o algo similar al v o m i t o inducido. Pero aún así, tú sabes, tengo que ir. Scorpius lo alcanza en un abrazo. Signo de interrogación abierta q u é es esto. Pensé que habíamos decidido no abrazarnos. Scorpius, no estaba seguro. Si podíamos. En esta nueva versión de nosotros. Lo tenía en mi cabeza. Albus, mejor p r e g ú n t a l e a Rose, si es lo correcto de hacer. Scorpius, ah. Sí. Correcto. Los dos hacen una mueca el uno al otro. Albus, te veo en la cena. Acto 4, escena 15. Una hermosa colina. Harry y Albus caminan en una colina en un hermoso día de verano. Ellos no dicen nada, disfrutando el sol en sus caras mientras suben. Harry, entonces, ¿estás listo? Albus, ¿para qué? Harry, bueno, están los exámenes de cuarto año, y luego viene el quinto año un gran año en mi quinto año y o hoy feión. Él mira a Albus. Sonríe. Él habla rápidamente. Hice muchas cosas. Algunas buenas, algunas malas. Muchas confusas. Albus, es bueno saberlo. Harry sonríe. Yo los observé, sabes, por un momento a tu mamá y tu papá. Ellos eran, ustedes se divertían juntos. A tu papá le encantaba hacer estas cosas de aros de humo contigo cuando tú. Bueno, tú no podías parar de reírte. Harry, ¿sí? Albus, creo que les gustabas. Y creo que a Lily, James y a mí nos hubiese gustado también ellos. Harry asiente. Hay un silencio confortable. Los dos están tratando de alcanzarse, pero fallan. Harry, sabes, pensé que lo había perdido a Voldemort, pensé que lo había perdido y luego mi cicatriz me comenzó a doler otra vez y tuve esos sueños de él y p u d í a hablar la lengua parcel otra vez y comencé a sentir que no había cambiado nada, que él nunca me había dejado John. Albus, ¿y lo hizo? Harry, la parte de mí que era Voldemort murió hace mucho tiempo, pero no fue suficiente para eliminarlo físicamente yo tenía que eliminarlo mentalmente. Y eso es mucho que aprender para un hombre de 40 años. El mira, a Albus. a Lo que te digo, es que eso nunca se me va a olvidar, y no puedo pedirte que lo olvides. Pero espero que lo superemos. Voy a tratar de ser un mejor papá para ti, Albus. Voy a intentarlo y ser honesto contigo y. Albus, papá, no necesitas hacer eso guión. Harry, tú me dijiste que creías que yo no me asustaba con nada, y eso, quiero decir, me asusta todo. Es decir, Me asusta la oscuridad, ¿lo sabías? Albus, Harry Potter le teme a la oscuridad. Harry, no me gustan los espacios pequeños y nunca le he dicho a nadie, pero no me gustan mucho guión el vacil antes de decirlo, las palomas. Albus, ¿no te gustan las palomas? Harry, é l arruga su cara, asquerosas, picotean, son cosas sucias. Ella me dio lágrima. Albus, pero las palomas son inofensivas. Harry, lo sé. Pero la cosa que me asusta más, Albus Severus Potter, es ser tu papá. Porque estoy operando sin cables aquí, al vacío. La mayoría de personas tiene un padre en el que se basan y así sea que traten de ser como él o no traten de ser como él. Yo no tuve nada o muy poco. Entonces estoy aprendiendo contigo, ¿está bien? Y voy a intentar con todo lo que tengo para ser un buen padre para ti. Albus, y yo trataré de ser un mejor hijo. Sé que no soy James, papá, y nunca seré como ustedes dos guión. Harry, James no es igual que yo. Albus, ¿no lo es? Harry, todo le sale fácil a James. Mi niñez fue una constante lucha. Albus, la mía también. Entonces estás diciendo yo soy signo de interrogación abierta como tú? Harry le sonríe a Albus. Harry, en realidad tú eres más como tu mamá, amables, feroces, graciosos. Lo cual me parece, lo cual pienso te hace un gran hijo. Albus. Casi destruyó al mundo. Harry, d e l f i no iba a ir a ninguna parte. Albus, tú la hiciste salir hacia la luz, y encontraste una manera para que nosotros peleáramos con ella. Puede que no lo veas ahora, pero tú nos salvaste. Albus, pero no debería haberlo hecho mejor. Harry, ¿no crees que yo mismo no me he hecho las mismas preguntas? Albus, y después cuando la capturamos quería asesinarla. Harry, tú la viste matar a Craig, estabas enojado, Albus, y eso está bien. Y tú no lo hubieses hecho. Albus, ¿cómo sabes eso? Tal vez ese sea mi lado s l i t t e r i n Tal vez eso es lo que el sombrero seleccionador vio en mí. Harry, no entiendo tu cabeza Albus en realidad, ¿sabes qué? Eres un adolescente, no debería ser capaz de entender tu corazón. Yo no lo hice por un largo tiempo pero gracias a esta, escapada sé por qué estás aquí. Slittering, r y f f i n d o r cualquier casa en la que estés yo sé, sé que ese corazón es b o n s、sí, i no importa si te gusta o no. Estás en el camino para ser un mago. Albus. Oh, yo no voy a ser un mago, yo voy a ser un competidor de carrera de palomas. Estoy muy emocionado por eso. Harry hace una mueca. Harry, esos nombres que tienes ellos no deberían ser una carga para ti. Albus d u m b l e d o r e tenía sus errores también, sabes、Isseverus、y Severus Snape, bueno, tú sabes todo sobre él. Albus. Ellos fueron buenos hombres. Harry, ellos fueron grandes hombres. Con grandes defectos, y sabes, esos defectos casi los hicieron más grandes. Albus miró a su alrededor. Albus, papá, ¿por qué estamos aquí? Harry, aquí es donde yo vengo a menudo. Albus, pero esto es un cementerio. Harry, y aquí está la tumba de Cedric. Albus, papá. Harry, el chico que fue asesinado Craig b o u k e r signo de interrogación abierta que también lo conocías. Albus, no lo suficiente. Harry, yo no conocía lo suficiente a c e d r i c tampoco. Él pudo haber jugado Quiddy para la selección de Inglaterra. O s e r un auror brillante. Él podía haber sido lo que sea. Y Amos tiene razón. Él le fue robado. Entonces yo vengo aquí. Solo para decir lo siento. Cuando puedo. Albus, eso es algo bueno de hacer. Albus se une a su papá enfrente de la tumba de c e d r i c Harry le sonríe a su hijo y mira al cielo. Harry. Pienso que va a ser un bonito día. Él toca el hombro de su hijo. Y los dos solo ligeramente. Se conmueven. Albus, sonriendo, yo también lo pienso. Fin.